En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. No nos va a decir nadie a tal día, a tal hora. Esto se acabó. No, no va a ser así. Hemos entrado en un segundo y saldremos en mil, pero la salida estará en la entrada. Tenemos que ser los mismos, los mismos, pero más fuertes. Vamos a apretar los dientes. Tantos días como llevamos encerrados nos lleva a tragarnos en muchos insultos, a que algunos se confundan libertad de expresión con libertad de insultar, a sentirnos débiles, a sentirnos mal y culpables, a creer que se ha desmoronado lo que hemos construido. Pero no, no pensamos en eso porque no ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, o sea, creer en nuestras equivocaciones y aciertos. que tiene un objetivo? Ir hacia adelante. No hay que odiar, no hay que faltar, no hay que pensar que el de enfrente es malo, aunque creamos que está equivocado. El futuro va a ser muy largo, va a ser infinito. ...no jorobemos el presente... ...hagamos el bien... ...esta situación que estamos viviendo... ...esta situación terrible que estamos viviendo... ...nos tiene que ayudar a dar... ...porque daremos y recibiremos... ...y no desfallezcas y cree en ti... ...en tus aciertos, hazte grande... ...eso no ocupa espacio... ...ese tamaño está en nuestra mente... ...si lo que haces y cómo lo haces es bueno para una persona... ...piensa que hay millones de personas que hacen lo bueno para millones forma parte de esos en millones de miles en de millones ahora ya puedes Vuelo libre sobre vuelo las granadas por el suelo no me arrastra nunca más ya no soy oferta estoy de pie ya dura más en de 40 días en durará casi 60 saludos en de bruno cariñosa a nombre de todo el equipo que hace posible este programa la rosa dos ventos en la sintonía de onda cero radio de este ahora y hasta las 4 de la madrugada creo en ti. hace fuerte hace más fuerte el ahora vas a ser mucho más La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Y con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Seibió Casasola en la codirección dirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Desde ahora, desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada, lo dicho, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a conversar con un investigador, historiador y estudioso que nos va a contar cómo desde antaño, desde los más remotos eh, tiempos, los más eh, poderosos esconderos, tesoros y reliquias. Vamos a hablar eh, también de brujas, eh, de brujas eh, juzgadas por la Inquisición, casos eh, desconocidos, son los que vamos a contar y los que vamos a conocer, y de redes eh, sociales, eh, de cosas que hacen todos y que entendemos, eh, pero hay un lenguaje propio, los tiempos están cambiando, el lenguaje de WhatsApp. Y atención porque en la cara B os vamos a contar de cuando el cerebro esté conectado a internet. Ciencia del futuro, pero un futuro que ya ha empezado a escribirse más, más encerrados en de cine, confinados en el séptimo arte. Lo conoceremos en El Quijote junto a José Manuel Esquivano y Religiones extremas en distretas, un caso extraordinario que nos va a contar Juan José Sánchez Toro en el Círculo Secreto. Y vamos a recibir también a El Salvador Maseb. Es una de las personas que más sabe en el mundo sobre virus, sobre epidemias, uno de los científicos más destacados e importantes del mundo. Ha estado trabajando en el hospital más relevante de Estados Unidos y ahora trabaja al frente de un laboratorio en una de las universidades más importantes. Escuchamos su voz, su voz es sensata y sabia. Y por supuesto tendremos eh, materia reservada con Fernando Rueda que nos hablará de la prehistoria de la CIA, de los orígenes de la CIA, lo que dio paso a la CIA. Y en Mundo Bizarro nos vamos hasta la Costa de la muerte hasta Galicia, hasta la Costa de la muerte en el extremo uno de los lugares más eh, terribles e impracticables eh, que existen en el mundo. Hoy, una vez más, vamos a intentar demostrar que se puede hablar de otras cosas, que se pueden contar otras cosas. Evidentemente, la realidad es esa en la que es, pero además os contamos otras cosas y os damos también pistas para conocer a nuestro personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvio Casasola. Buenas noches a todos. Bueno, yo estoy feliz, pero yo creo que hay unos personajes, esos locos maravillosos que decía Serrat, que tienen que estar felices. No, lo siguiente, porque dentro de unas horas, cuando se levanten, por fin podrán salir tranquilamente a la calle un ratito que están deseando los chiquitines de la casa, los menores de 12 años que están ya, que se suben por las paredes. Que quien tiene un poquito de jardín, pues lo disfruta, pero quien no, no es lo mismo. No es lo por mismo, mucho claro. balcón y, y, que, y que, es que se nos están quedando pálidos. Sí, sí. Pálidos perdidos de que no están los rayos del sol. Así que bienvenidos, bienvenidos otra vez a la calle pequeños. Así que disfrutad mucho, muchísimo, mañana. Ese ratito que tengáis y ojalá el clima acompañe. Pero mira, aunque llueva, ¿eh? aunque llueva ese momento, hay que vivirlo y disfrutarlo muchísimo. Así que hacedlo, que desde luego eso no Se os lo merecen, va a quitar han nadie. hecho mucho en estos días que los padres no eh, les ayuden mucho, eh, han ayudado mucho, van ahí... La solidaridad entre padres de hijos ha sido tremenda. Sí. Y eso tiene que seguir, porque evidentemente se acaba una cosa, pero comienza otra, muy difícil. Pero la verdad Un es que se han cambio. portado, portado estupendos los niños. Un pequeño cambio, sí. así que también necesitan su recompensa. Así que chicos, claro que sí, todos. chiquitines, chiquitinas, disfrutarlo muchísimo, que no queda nada ya, ¿eh? Ya no queda nada. Bueno, y nuestro concurso va de, de grupos, de música, en, en concreto de grupos y cantantes españoles. Que sin pretenderlo, porque cuando hicieron esas canciones, escribieron esas canciones, pues no tenían esa, esa pretensión, pues que se han convertido esas canciones en auténticos himnos de referencia. ¿Y de quién hablo? Y aquí va la primera pista de esta noche. Si la letra de la canción fue inspirada por vivencias personales, opciones que os damos. Antonio Vega con El sitio de mi recreo. El dúo dinámico con Resistiré ¿eh? o Celtas Cortos con 20 de abril. Ya sabéis que en rosa.vientos.es y si escribís a nuestro correo electrónico rosa.vientos.es o O si cogéis y en Twitter en almohadilla rosavientos también os podéis decir cuál es vuestra opción. Entre todos, todos, todos, todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá esa recompensa del programa, ese detalle, ese regalito. Así que mucha suerte que iremos dando pistas a lo largo de la noche. Las 12 y 12 minutos comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace mil años aproximadamente comenzaron una serie de poemas a hablarnos del grial. La copa sagrada el Cáliz en donde se había recogido ...la sangre de Cristo. Y luego se... ...ha convertido en el lugar... ...en la reliquia más importante... ...más buscada... ...y más deseada... ...pero todavía no sabemos qué significa. Y es un tema del que vamos a hablar... ...con una de las personas que mejor conoce este asunto... Con Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Fer eh, Mariano, siempre he pensado en ti como una de las personas eh, que, bueno, más sensatas eh, que he conocido. Ojalá te conociera más. Eh, seguramente nos hubieras guiado muchísimo en cómo comportarnos estos días. Eh, porque he pensado mucho en ti. Es decir, Mariano, estará seguramente eh, viviéndolo entre libros y diciendo... Pues aquí, en estas niñas, me cuentan cosas, cosas importantes para pasar este trago que todos estamos viviendo. Bueno, es que no quieres mucho. Bueno, es que te lo mereces, será. Pero aparte, aparte de sus libros, es que el lugar donde está también es privilegiado él, ¿eh? Cantabria. Sí, sí, en Cantabria tenemos, hemos tenido, bueno, pues relativamente más suerte. Hemos tenido menos... También somos menos. Hemos tenido pocos casos... En el municipio donde yo vivo, en Santillana del Mar, me parece que había habido ocho casos... ...de los cuales eh, cinco ya son personas curadas y tres están en tránsito de serlo. De manera que aquí, bueno, pues tenemos una situación en ese sentido buena. Pero como hay que pensar en la globalidad y hay que pensar en el mundo... ...pues yo suscribo muchas de las cosas que tú decías en la introducción, Bruno. Yo creo que son tiempos para arrimar el hombro, para unir y no para desunir. Y también para que se pronuncien los que saben y los que no... Pues en de determinadas cosas lo más prudente y con lo que más ayudas es guardando silencio. Uh -huh. Es verdad. Es verdad, aunque el silencio no haga tu bitch. Que en no. este momento es importante. Eh, yo, no yo... hacer tu bitch, eh, eh, porque el silencio es más importante eh, que el verbo. En claro. algunas cosas, en algunas circunstancias y para algunas personas. Sí, sobre todo porque, bueno, pues cuando no puedes mejorar el silencio, lo mejor claro. es estarte callado, ¿no? B básicamente porque... parece una tontuna, ¿verdad? Mejor claro, claro, es muy, es muy probable que no les escuchen, que eres tonto. Entonces, <risa> claro, y es, es, es probable es que mejor, alguien mejor... te haga caso, que es eh, lo lamentable de todo esto. Sí. Hoy ha habido en Estados Unidos medio centenar de llamadas... De para informarse de personas que habían hecho caso a la recomendación de ayer, es mejor que claro, el, de el, el, problema, no es, el pro, claro, problema pero el problema Bruno oh, no, no es tener a un presidente que como es el señor Trump que, que da las recomendaciones que da, el problema es quien lo ha votado claro, y se ha sentido claro. identificado con el personaje y se ha sentido representado por él, entonces claro ahora lo que se recogen son los, son los frutos de aquella siembra Oye, precisamente hablando del santo creal, yo creo que representa todo lo contrario. Estamos en, el santo creal es un receptáculo eh, lleno, eh, digamos eh, que eh, guarda algo, pero sin embargo estamos en unos tiempos en de abrirse. Eso es en cierto modo lo que es el santo creal, es un receptáculo que se abre al mundo. Bueno, eh, el santo creal tiene bueno, muchas acepciones, yo la resumiría en tres. Una es... La que tú mencionabas en la introducción, ese concepto cristianizado del Grial que presupone que es la copa que Jesús utilizó en la llamada Última Cena, que se nos relata en los Evangelios y es que damos el relato como un hecho histórico. Pero es una de las afecciones posibles. Otra que se popularizó mucho y lo sabes muy bien, especialmente tras la publicación de la novela de Don Brown, El Código da Vinci, fue la sangre real, sí. la supuesta... ...sangre real o descendencia que presuntamente Jesús y María Magdalena tuvieron. Pero hay una tercera afección, que es la que a mí más me seduce... ...que es la de la búsqueda de, una, eh, de un anhelo espiritual... ...y que mm, caminamos todas las personas eh, en, en su busca de una manera consciente o inconsciente... ...y que como la línea del horizonte siempre se nos aleja... ...pero el tránsito, el camino es el que convierte al buscador en buscador del Grial. Son las tres acepciones, pero sin duda la más popular, la más conocida, la que ha hecho verter versos, porque hay que hablar primero de versos en la Edad Media, y después de búsquedas denodadas por parte de, de reyes o nazis o templarios, es la de que fue la Copa de Jesús. Y esa búsqueda espiritual sería lo que eh, daría también origen a ese nacimiento o a esa relación ¿Con la inmortalidad? Sí, porque, bueno, a, para empezar, el concepto este del Grial es precristiano, es decir, ya encontramos muchas tradiciones celtas, etcétera que mencionan la existencia del caldero de Dagda, por ejemplo, del, del dios este celta, donde los guerreros que habían sufrido heridas en batalla podían curarse si, eran, si bebían de ese caldero, Hay otras tradiciones anteriores que presuponen la posibilidad de sanar heridas o de alcanzar esa inmortalidad anhelada, lo mismo que la piedra filosofal de los alquimistas. Uh -huh. Yo creo que en el fondo lo que subyace ahí, Silvia, es el recuerdo atávico de aquel día, de aquella edad perdida, de aquella edad de oro en la que el hombre fue inmortal. Y lo fue, lo fue hasta que tomó conciencia de su propia mortalidad. Yo siempre pongo el ejemplo de de, de de un perro, de mi perro, por ejemplo. ¿no? Él siempre creyó ser inmortal, porque nunca tuvo la conciencia de su propia caducidad. En el momento en el que el hombre, en un momento de la historia nebuloso y oscuro y eh, hundido en, en, en, el, en las más profundidades de, de los siglos, eh, perdió ese concepto o tomó conciencia, de, comió del fruto prohibido, de, de, del árbol famoso del, de, del paraíso, tomó conciencia de su caducidad y dejó de ser inmortal. Oye, pobre... Y yo creo que ese es el ah, recuerdo, ¿no? Sí, Queremos sí. volver a aquel tiempo, a aquella edad de oro en la que lo éramos, éramos inmortales. ¿Por qué recuerda tanto a veces al lenguaje es muy importante la expresión santo grial con sangre real? Ese sí. pareció no es casualidad. Pues no, pero claro, para eso hay que hacer eh, o hay que tener una serie de presupuestos que debemos aceptar previamente. En primer lugar. Eh, y ahora vamos a hablar desde la historia, no desde la fe. En primer lugar, tenemos que tomar la idea de que Jesús, el personaje del que se, se hace una sucinta biografía en los evangelios, fue un personaje real. Primera cosa que hay que tomar en consideración. Si lo fue, y si lo fue, si realmente el relato evangélico responde a una realidad histórica. Hablo siempre desde la historia, no desde la fe. Y en segundo lugar, que tuvo una supuesta relación con otro de esos personajes que también, de una manera... Eh, muy muy sucinta se menciona en los Evangelios que es María Magdalena. Si llegamos a la conclusión de que, o aceptamos que estas, esos dos personajes son históricos, y lo son tal y como se reflejan en los Evangelios tenemos que ir más allá, tenemos que aceptar que tuvieron una relación, y todavía más lejos que tuvieron una descendencia y que según la leyenda, esa descendencia llegó al sur de Francia a la zona de la Provenza, que allí llegó María Magdalena embarazada y que después aquella descendencia entroncó con, la, eh, con la, la casa Real Merovingia, etcétera, etcétera, Y ahí acabaríamos llegando a, a René Chateau, como bien sabes, al cura François Beringer y a unos supuestos, parece ser falsos, documentos que probarían la existencia de esa genealogía. Por tanto, son muchos supuestos que hay que aceptar hasta llegar a la conclusión de que existe una, una sangre real. ¿no? Claro, y hay un mensaje que hemos recibido con Almedia Rosa Vientos en Twitter El autor es Luis Coruña, yo pensaba que el santo grial auténtico estaba en León o estaba en Valencia, pero él nos dice, el único y el verdadero grial es el que está en la iglesia do cerveiro en Lugo do Cerreiro ah. sí, bueno ahí hay no, es verdad, que verdad, ¿no? ¿dónde está? no, no, no es que esa es la historia tú tienes tantos santos griales como casi quieras eh, la, la leyenda del santo grial todos aquellos que hemos hecho el camino de Santiago yo que he sido peregrino en varias oportunidades lo hice varios, varios años seguidos conocemos esa leyenda una leyenda que hace referencia creo que de, no sé, tenemos que situar en el siglo XIV el, eh, en, la, en la iglesia de Santa María del Real de Cerreiro el cura está celebrando misa Es una noche, eh, tarde-noche, muy mala, climato climatológicamente hablando. Es, el cura presupone que no va a venir nadie a la misa y un vecino, creo que es de Barça Mayor, entra en la iglesia, el cura está mm, dando la misa en latín y, por tanto, también dando la espalda a los, al, al único feligrés. Y el cura, en un momento dado, piensa, no sé si en voz falta lo llega a expresar, hay que tener fe o valor o moral para venir en una tarde-noche como esta a la, a la iglesia, y en ese mismo instante se produce eh, el milagro, el milagro de febreiro, la, la sagrada forma se convierte en carne y el vino en sangre, y el relicario pues todavía se conserva allí. Dicen también que la, eh, la reina Isabel, la católica, pretendió llevárselo a cierta oportunidad que pasó por allí, lo, lo llegaron a embalar y transportar en un carro, pero los bueyes se eh, negaron a avanzar y evidentemente la... La, la reina captó el mensaje y con, con él dejó que, que el grial permaneciera allí donde todavía puede ser, puede ser visto. ¿no? Es uno de esos lugares griálicos que hay en nuestro país, pero tú has mencionado otros dos el Cáliz de Valencia o más recientemente el famoso cáliz de Doña Urraca que se ha puesto bastante de moda. Claro, pero aquí sí que tenemos que tener muy en cuenta el tema de la fe, porque si nos ponemos ya a intentar datar históricamente, si realmente estos griales son los que supuestamente pudo utilizar Jesús en la cena o no, ahí mm -hmm. ya lo tenemos muy complicadito. Bueno, es que para empezar, eh, para empezar hay que recordar que hay tres poetas que en la Edad Media mencionan el Grial, pero lo hacen de manera diferente. cretian de Troyes, en el siglo XII, escribe un poema, Perceval, o el Cuento del Grial. Son 9.234 versos mmm, que no llega a terminar el, el poema. Ahí se concluye de una manera abrupta y dice que el Grial era de oro fino y piedras preciosas, pero en ningún momento dice que sea una copa. Wolfram von Eschenbach... Eh, escribe también en el siglo 12-13 Parsifal, y dice que el Grial era una piedra verde, una esmeralda, engastada en la corona de Lucifer y que cayó del cielo a la tierra. Tampoco es una copa. Uh -huh. el, único, el único que cristianiza el mito y dice que realmente es la copa que recogió, que tuvo Jesús, y con la que José de Arimatea recogió la sangre de Jesús, es Robert de Borón, otro poeta medieval, en el siglo XII-XIII también escribe la historia del Grial. Y esto enlazaría con, con el eh, mítico también viaje de José de Arimatea llevando esa supuesta copa a Glastonbury, a Inglaterra, en el, en el año 63 después de Cristo, y eh, construyó allí, dicen, la, la, la iglesia no subterránea más antigua de Inglaterra. Y a partir de ahí la historia nos llevaría de la mano a hablar de, de los eh, famosos, caballeros del rey Arturo y la búsqueda del Grial. Por tanto, tres poetas medievales y solo uno de ellos habla de una copa y la relaciona con Jesús. Robert de Borón. ¿Y tú cuál crees que puede ser el auténtico y por qué? Bueno, eh, como estamos en España, pues eh, diremos que aquí ahora se disputan la autenticidad de esa copa dos lugares de una manera preferente, además de febrero que acabo de mencionar. El primero es eh, el, el Cali de, de Valencia, que previamente, según la historia, estuvo en San Juan de la Peña, que llegó en el siglo III a España por un diácono, Lorenzo, y que después de varias vicisitudes, en el siglo XIV Martín el Humano, el rey Martín el Humano, se lo lleva a Valencia, y este, este esta pieza ha sido estudiada, el profesor Antonio Beltrán la dató, creo recordar, entre el año cien y cincuenta antes de Cristo, pero que un objeto haya sido manufacturado en esa época no implica que haya estado en manos de Jesús, si es que la historia de la última cena es cierta e histórica. Uh -huh. Puede haber habido otros objetos que pudieron existir y haber sido manufacturados en aquella época. Ahora tenemos también la disputa de si lo es el que se el que se custodia en San Isidoro de León, el fañado Cali de Doña Urraca, según los historiadores José Miguel Ortega y Margarita Robles. Perdón, Torres, que escribieron los Reyes del Grial, el libro de los Reyes del Grial. Este, este otro cáliz eh, fue un regalo que recibió el, eh, el, eh, el sultán de Denia y se lo entregó al rey Fernando I en el siglo XI, y este a su vez a, a su hija Doña Urraca. Es un, está compuesto de ágata y ónice, y bueno, pues hay quien propone que este es el auténtico y no el de Valencia, que el de Valencia, dicen estos uh, autores, sería el llamado cáliz de los apóstoles que ya es un objeto citado en el siglo, en un texto del siglo IV. ¿Cuál de los dos me decís si es el auténtico? Pues mira, personalmente no tengo la menor idea y además me preocupa bastante poco, porque a mí, como os dije bueno, antes, de eh, las tres eh, acerciones sí, de sí, sí, del Grial, si la, que que más decir... me seduce, la que más me seduce es la propia búsqueda de la, claro, de la espiritualidad y de la transformación eh, o ejercimiento interior. El significado que tiene, interior. claro, el significado que tiene. Eh, por cierto, Mariano, eh, pero es que me lo has me puesto... Bueno, pues bueno, como se dice, si dices que Margarita Robles... Ha Perdón, Torres, Margarita Torres, sí, sí, sí, Robles pero, es la ministra. Claro, pero si dices que Margarita Robles ha investigado el trial, la hemos postillado, ¿eh? No, ha sido un lapsus. Sí, ya un lapso. lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero bueno, pero, eh, en, cualquier pero caso, en cualquier caso... Pero es ese ideal sí que encaja un poco en esa riqueza, sí, en esa espectacularidad pero... un poco, ¿no? Sí, pero verás, yo, yo escribí un libro hace unos años eh, que se titulaba Crónica Negra del sí. Grial, y en el, en el cual yo precisamente me centraba en todos aquellos eh, sucesos históricos que habían desembocado de una manera u otra en tragedia para los buscadores del Grial. Y es gracioso, por decirlo de alguna manera, que un objeto presumiblemente eh, de carácter espiritual y que debería de impulsar el crecimiento interior de los buscadores, no ha hecho sino desencadenar tragedias. Porque los templarios, a los que Wolfram von Essenbach eh, presenta como custodios del Grial en el, en el castillo mítico Monsalvat, acabaron de mala manera. Los cátaros, a los que también se presupone, tal vez, custodios del Grial en monsegur acabaron también de muy mala manera. Los nazis, que buscaron en el Languedoc con la con Otto Rang y la de la de las SS el Grial, evidentemente también acabaron mal. Y, y en ahora también, ¿no? Nos lo encontramos ¿no? Con que también hay disputas, hay disputas y además agrias entre quienes proponen que el grial está en uno o en otro lugar y que la interpretación que uno y otro hacen son las ciertas y la del contrario errónea. Es mm, realmente eh, paradójico ¿no? que que un, que un objeto que debería de unirnos en, en pos de un crecimiento espiritual de la humanidad, lo que hace es dividir y, y bueno, pues a, al final enfrentar. ¿Y la leyenda de, de Arturo, Ginebra...? Bueno, pues ahí, otra vez, ahí tenemos eh, desde adulterios hasta incestos, todo mezclado. Lo que sucede es que el concepto que tenemos de la, de la historia de Arturo también eh, deberíamos de matizarlo. Arturo, el personaje, Artorius, sí que existió, tenemos una referencia directa de él pues eh, en historia britonium que lo escribió un monje galés en Nemius en el eh, en donde hablaba de Artorius nacido en el siglo V, en 475, y dice de él que era un Dux veloru, un señor de la guerra, estaba emparentado con los reyes de de Dumnonia, que sería la zona del Somerset del sur de, de Inglaterra, pero no era un rey, estaba emparentado con esos reyes de Dumnonia. Y hay quien dice que Salcaduri, que es un ...una loma, un altozano donde se han encontrado restos de una fortaleza de aquella época... ...una fortaleza britana podía haber sido el verdadero camelot... ...pero la idea que nosotros tenemos del rey Arturo, esa que por ejemplo vimos en películas como Excalibur... ...procede de una leyenda posterior, de una novela realmente, de Thomas Mallory... ...que se escribe en el siglo quince, a final del siglo XV, que es la muerte del rey Arturo... ...ahí es donde aparece la historia de Uther Pendragon... De, de Merlín tal y como lo hemos conocido del castillo de Tintaguel y todas estas historias con caballeros de, de brunida armadura etcétera ¿no? pero eso no respondería al Artorius histórico que habría vivido mucho tiempo atrás y que habría que vestirle pues eh, con, de una manera muy diferente como, como uno de aquellos britanos que se enfrentaban o se habían enfrentado con, con los romanos eh, o, en fin, nada tan Glamuroso, como que después se ha presentado en muchas películas. ¿no? ¿Y la supuesta tumba entonces también un invento? Ah, la supuesta. Yo he estado en la en las, en las ruinas de, de Glastonbury y también tiene su tiene su gracia, porque eh, todo esto, mmm, digamos que, bueno, tú no le digas nunca a un inglés que el rey Arturo no existió, porque aún aguardan <risa> la parusía de Arturo. Arturo no muere, según esa leyenda, Arturo está malherido Ajá. después de haberse enfrentado con, con, con su hijo Morded en la batalla de Camblam y moribundo se lo llevan a la isla de Avalon, eh, Morgana y otras mujeres y por tanto no ha muerto, es probable que regrese para dirigir los destinos de Inglaterra. Lo que sucedió fue que eh, en, en el siglo XII, Un bardo galés informó al rey Enrique II de Inglaterra que en Glastonbury se había encontrado una tumba. Una tumba en la que había una losa que decía aquí yace enterrado el ínclito rey Arturo en la isla de Avalon. Y excavaron y encontraron en efecto, al parecer, los restos de un hombre de más de dos metros de, de altura y también los de una mujer de cabello rubio. Y sin CSI de por medio, dedujeron por esa infusa que suelen tener los hombres de la iglesia, que aquellos eran, sin lugar a dudas, Arturo y ginebra Esto, naturalmente, tuvo unos réditos económicos fa fabulosos para Glastonbury, llegaron muchísimos peregrinos y comenzó a, a adorarse, por de alguna, decirlo de alguna manera, la tumba del rey Arturo, que fue llevada al altar mayor en mil doscientos y ocho Pero, en el siglo XVI, cuando Enrique VIII dicta un decreto de disolución de los monasterios, Eh, misteriosamente los cuerpos de Arturo y Ginebra desaparecen y no hemos vuelto a saber de ellos. Eso, sin embargo, no impide que se siga encontrando eh, Glastonbury como un lugar de culto, porque allí se supone que estuvo el Cáliz, como dice de, de, el Grial, llevado por José de Arimatea, y es, sin duda, un lugar mágico, un lugar muy, muy poderoso y muy interesante de visitar y de y de estudiar. ¿El final de los templarios puede tener algo que ver con que ellos descubrieron qué era o dónde estaba el Grial? Bueno, en el caso de los templarios, la verdad es que su caída eh, en desgracia se la fueron labrando ellos mismos, eh, porque se habían convertido en un estado dentro de los reinos, en una iglesia dentro de la iglesia. Eh, su soberbia había traspasado lo razonable en muchos momentos, y finalmente, eh, bueno, pues tenía muchísimos enemigos, ¿no?, que anhelaban su poder y su dinero, y probablemente también sus conocimientos. No sé si en esos conocimientos podía también estar el Grial que estamos mencionando. Eh lo que sí existen son infinidad de teorías a propósito de si realmente fueron, como decía Wolfram Eisenbach, los custodios del Grial y dónde demonios estaba el famoso castillo de Montsalvat, que como sabes pues invitó a Henry Himmler por ejemplo a, a acercarse a Montserrat pensando que podía encontrar pistas del Grial allí, otros lo han buscado en, en Montsegur, esa última fortaleza cátara que mencionaba antes o en muchos otros lugares, ¿no? Eh, la vinculación de, de los templarios con el Grial es, eh, pues eso, es, es, nace precisamente de, de la Edad Media y se mantiene con, con vigor y con una fuerte musculatura hasta nuestros días. La búsqueda que hicieron los eh, templarios eh, con esas cosas, el poder, eh, todo lo oscuro que había alrededor eh, de ello, ¿es eh, lo mismo quito que los nazis eh, lo buscaran? Yo creo que... Sucede con estas cosas que tienen una doble lectura, una doble cara, o no sé cómo decirlo. Es decir, que el filo por el que te mueves cuando tienes el poder en tus manos eh, te puede deslizar hacia un lado o hacia otro de la de la balanza. si Imaginaos, y juguemos con la posibilidad, con, porque eso es gratis y aún es está permitido, juguemos con la imaginación, juguemos con la idea de que realmente existe un objeto de poder, más allá de que hubiera estado en posesión de Jesús en algún momento, un objeto con capacidad para transformar a quien lo utiliza, para concederle la vida eterna, que es el, digamos, el, el mito más, a, más conocido del Grial. Pues evidentemente eso puede invitar a que aquellos que tienen un espíritu, digamos, eh, bondadoso puedan utilizarlo con en beneficio de la humanidad, pero también a quienes eh, intenten conseguir el poder en el peor de los sentidos, con la peor de las acepciones, eh, pues a, a su búsqueda. Y eso probablemente realizarán los nazis. No obstante, la lectura o la interpretación del nazismo, eh, pues, eh, digamos, eh, interpretando a Hitler como un simple loco, es... Eh, es es infantil y es muy reduccionista. Es verdad que el nazismo nace en un contexto concreto después de la Primera Guerra Mundial, después de las, eh, digamos, eh, severas condiciones de rendición que se impone Alemania tras la, la paz de, de Versalles, pero no es menos cierto que hay una serie de componentes esotéricos que, en los que debió Hitler y también otros de sus personajes que le rodearon, como el rey Friedrich Himmler, que no podemos olvidar. Y estas personas eh, estaban convencidas o tenían el convencimiento de que había una serie de objetos de poder que de conseguirlos, y por eso los buscaron, de conseguirlos pues les podrían beneficiar para sus intereses para perpetuar el poder del Tercer Reich. ¿no? ¿Tú qué te crees? Los, eh, los nazis buscaron la, el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, tenían búsqueda de eh, muchas eh, reliquias, el Kiral estaba entre ellas, eh, precisamente por eso que nos he comentado, él representaba un objeto de poder y tenerlo era importante para conseguir sus metas. Sin duda. Eh, ahí el, el personaje que antes mencioné, Otto Ram, este miembro de, de la de NERVE, de esta especie de instituto multidisciplinar que formaba parte de las SS, buscó en Languedoc, en esta su, en zona del sur de Francia, donde habían estado firmemente asentados los cátaros, y especialmente en las inmediaciones de Montsegur y en las cuevas próximas de Lombibre, etcétera, buscó el, el Grial. No sabemos si lo encontró o no, porque también el propio... Otto Rang corrió la misma suerte que antes he mencionado. Fue encontrado muerto eh, en octubre de 1940, creo recordar, en, las, en unas montañas de, de, de Austria, en el Tirol, en el 39, me parece, en 1939. En las montañas del Tirol se, aparece muerto. Eh, decían que había, se había suicidado practicando un ritual cátaro llamado la Andura, pero hay otros que dicen que no, que en absoluto, que fue asesinado, y hay otros ...que proponen que todo aquello fue una farsa... ...que este hombre sí que encontró el Grial... ...y que lo que hizo fue cambiar de identidad... ...y que aún pudo vivir y morir en los años 70... ...creo recordar, en la zona de Oriente... ...puede ser, de Oriente Medio no recordará muy bien... ...en definitiva, todas las teorías que tú quieras... ...pero en cualquiera de los casos... ...como veis, la, la búsqueda de... ...ya no es solo del Grial... ...es que la, la, la defensa de la bandera de cualquier dios... ...y de cualquier religión... ...lo que ha hecho ha sido justamente sembrar eh, enfrentamientos, guerras y conducir al hombre no hacia la paz, sino hacia la violencia en muchísimas oportunidades, tal vez demasiadas, tantas como para comenzar a um, recelar precisamente de todos esos dioses y de todas las religiones eh, a propósito de las cuales se han construido pues decálogos y catecismos. ¿Tú crees que hoy en día eh, todavía hay grupos que se plantean el seguir buscando el Grial? Verás, yo sí creo que existe una tradición, con, yo siempre digo con T mayúscula, una tradición que hunde sus raíces en lo más profundo probablemente del conocimiento humano y que se transmite, se dispensa de maestro a discípulo y que ha tenido una serie de eslabones y sin duda uno de ellos pudo haber sido algún tipo de, de orden, como estas que hemos mencionado, de orden militar, etcétera, militar o en fin, de, de iniciación, como fueron los templarios, porque es muy posible que hubiera habido un círculo, digamos íntimo, de conocimiento que evidentemente no se dispensaba a todos los miembros de la orden, y por tanto, si existía esa posibilidad de esa cadena de conocimiento, es muy posible que le, ese eslabón, el del temple no hubiera sido el último, que hubiera habido nuevos eslabones y que hoy en día alguien sea capaz o sea el depositario, el custodio de ese conocimiento. Yo sí creo firmemente en eso. ¿Quién? ¿Quién es? Probablemente eh, lo normal es que no se anuncien en ninguna revista de misterio, sí. que no eh um pongan bueno, cuñas que en nuestro ¿eh? programa de radio ni, <risa> ni aparezcan en ninguna parte porque yo creo que, que ese conocimiento tan valioso y tan precioso eh, bueno pues es eso precisamente eh, lo que lo hace extraordinario que, lo que, no es, que no es ordinario ¿Quién lo encontrará antes? ¿El rey Felipe o Trump? <risa> Verás eh, Teóricamente tiene yo, yo, que ver más con que, los reyes de Europa ¿no? que el, eh, el, el, el presidente Trump es... Eh, Pues un, eh, digamos, en la, en, la, en la Edad Media se solía dedicar a, al clero, al segundón y, y, y eh, pues a, digamos al, al personaje de la familia con, con menos luces eh, se sí. disponía en un cargo pues eh, para ser manipulado por otros. ¿no? Yo creo que personajes de estas características pues son simplemente el guiñol eh, a través del cual otros hablan y otros mueven las piezas. Y, y creo que el, el poder, en última instancia, este poder del que hablamos o estos conocimientos no precisan la necesidad de presentarse a ninguna elección. Mariano Fernández Urresti, como siempre, un placer hablar contigo, un placer conocer muchas cosas que nos cuentas en esta ocasión sobre el Grial, objeto de búsqueda desde hace más de mil años. Lo han buscado Los eh, poetas medievales, eh, lo han buscado los reyes eh, de la edad moderna, lo han buscado en el siglo XX. Por ejemplo, los eh, nazis, Hitler, lo ha buscado mucha gente, pero todavía, todavía no se sabe dónde está. Posiblemente esté muy cerca de nuestro país, si no en nuestro país. Pues se nos quedamos, un verdadero ¿no? placer. Yo Espero que algún día el Grial aparezca y que realmente sirva para que la humanidad dé un, sal, un salto cualitativo y para que cuando eso suceda, si algún día volvemos a tener una desgracia como la que asola el mundo, todas las personas que habitamos en el mundo busquemos la mejor manera de ponernos al servicio del bien común y no de sembrar cizaña y enfrentamiento. Eso es, que lo sepamos usar y que estemos preparados para ello. Así sea. Ha sido un verdadero placer, como siempre, Silvia, Bruno, El... y un abrazo para todos los oyentes. El placer de nuestro Mariano, un abrazo. Un beso. Un beso, Silvia. En Onda Cero, la rosa de los vientos. hablar de la quimera de otra vida de lo que no supimos expresar del trapecio que ante las nada de tragedias y triunfos que duran un segundo La destino y de la fábrica le llenó el Encuentros cercanos es hora de hablar. Da gusto hablar con personas que saben como él. Es el tiempo de los hombres mesurados, que no se dedican a vender verdades, que saben mucho y que no presumen de ello. Hombres que nos abren la Biblioteca del Saber, es el tiempo para ellos, es el tiempo para la ciencia. Que la fama es el del Trabajó durante años en el Hospital Montesinaí, en Nueva York, y dicen que es uno de los más importantes hospitales del mundo, quizá el más importante ahora es en director de un laboratorio en la universidad de Leicester hace unos años publicó un libro en nuestro país titulado las grandes epidemias modernas que está en destino ahora con más contenido con la actualidad se vuelve a publicar cuando el mundo esté abierto estará en papel de momento está en digital Dicen de él que es uno de los cerebros fugados más importantes en de España Más importantes en de nuestro país Es uno de los genetistas más relevantes en del mundo Él es El Salvador Masif Salvador, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Salvador, parecía que esto lo veíamos solamente... Hay una predicción, novelas de ciencia ficción, pero la realidad se nos ha tocado, nos ha cogido totalmente, ¿no? aunque algunos ya intuían que podía pasar esto. Sí, de hecho, si hablas con gente que trabaja con virus o gente experta lo, lo, lo tiene muy claro que esto era una posibilidad desde hace tiempo de hecho, la, la OMS misma estaba avisando hace años de que había la posibilidad de que apareciera una enfermedad causada por un virus nuevo podía ser cualquier virus, en este caso un coronavirus que quizás no era el, el, el sospechoso número uno, pero aquí está y podía causar estos problemas inesperados o sea, signos había expertos como decían había, pero la población en general o todos nosotros en general quizá no hemos prestado suficiente atención. Por lo tanto, era previsible que pudiera ocurrir esto. Eh... ¿Es un problema de salud, un problema de salud pública, de recursos o de todo junto a la vez? Es una buena pregunta, la verdad. Esto creo que es una combinación de factores. Uh, primero, es una cosa natural. La, los virus uh, existen, existirán siempre, uh, eh, cambi cambian, mutan. Uh, es una cosa, eh, hasta cierto punto, uh, muy frecuente, que aparezcan virus nue nuevos y que, por mala suerte, sal salten a los humanos. esta parte tenemos poco control. Uh, sobre Sí que tenemos control es sobre la parte de uh, uh, evitar, quizá... Esta, esta infección que salte de animales a personas. Uh, lo Hemos visto quizás el origen de esta enfermedad desde este mercado en, en China, pero ha habido otras enfermedades de, de sida al ébola que han saltado de animales a, a personas. ¿Cómo lo evitamos? Pues intentando no destruir ecosistemas, no invadir ecosistemas de los animales, no interaccionar con animales salvajes que no tienen por qué interaccionar con nosotros, etcétera. Esto podría reducir mucho las posibilidades de nuevas pandemias y esto es, como, como bien dices, es una, una cosa de salud, lo que se llama salud planetaria, ¿no? de no, no influir, de interaccionar con el ecosistema y con el planeta de una forma más, uh, más razonable. Tú formaste parte del equipo que descubrió y que sentó las bases genéticas de lo que era la gripe Llamada española, la gripe de 1918. ¿En qué se aparece esa gripe que fue la última gran pandemia? Gran, eh, no digo la última, pero gran pandemia, eh, quizás si sí fue la última. ¿Qué diferencia es esa gripe, eh, tú que la conoces también, de lo que ha ocurrido ahora? Por suerte hay bastantes diferencias porque aquel virus fue mucho más agresivo uh, que este. Ahora cuesta un poco ahora decir que, esta, que este virus uh, no, es, uh, no es el peor virus que podemos imaginar ahora que estamos metidos de, de lleno en esta pandemia y nos está causando muchos problemas que hay un montón de muertos pero sí que es cierto que podría ser mucho peor y el virus del 18 fue un ejemplo pues de un, un, un tipo de virus de gripe mucho más agresivo de lo normal mucho más mortal con una mortalidad más elevada y que complicó mucho las cosas también es cierto que nos, eh, nos cogió en un momento de debilidad digamos era justo después de la primera guerra mundial no teníamos antibióticos para tratar los, las enfermedades asociadas a la, a, a, a la gripe y fue la mortalidad fue mucho, mucho más elevada de lo que sería hoy en día. Pero uh, creo que la principal diferencia, uh, sí, considerando que son virus de, de familias diferentes, el coronavirus y la gripe, la principal diferencia es esta agresividad que tenía ese, gripo, ese virus de la gripe del 18, que afectaba además uh, mucho a personas jóvenes, que como sabemos ahora el coronavirus, uh, sobre todo, uh, da problemas a personas de edad avanzada y personas con, con problemas de, de salud previos, Y pero el virus del 18, uh, era al revés, atacaba mucho a la gente sana. Las grandes epidemias modernas, así se titula el libro, en eh, 1918, como decimos en la gripe española, 2020, el coronavirus, eh, pero entre medio otras hay muchas epidemias, ¿cuáles sacarías tú? Um, creo que uh, quizás es importante recordar que en pandem pandemias y epidemias ha habido muchas, y habrá siempre muchas, y aunque parezca que pasa, pasa muy vez en cuando, a lo largo de la historia ha habido montones de epidemias y pandemias uh, memorables. Creo que quizá la que... Uh, cabría destacar, es la, la más reciente es la epidemia de, de ébola que ha habido en, en África. No olvidemos que porque qué pasa en África no, no, no, no es importante. Parece que pues que no, no, no prestemos atención a lo que pasa en otros continentes y ha sido muy, muy importante y muy difícil de controlar el brote que ha habido de, de ébola en, en África estos últimos años. Quizás uh, la U, la primera gran pandemia de este siglo, aunque fue relativamente benigna, fue la de la gripe A de 2009. Uh, hay que recordar también esta, que cuando llegó pues también nos, nos, nos cogió un poco por sorpresa y quizá nos hubiera sido un poco, tendría que haber sido un poco la señal de alarma para, para esta gripe que tenemos ahora. Pero bueno, uh, ya te digo que epidemias, uh, podríamos hablar de epidemias de cólera y de... O, o quizás la pandemia uh, reciente más importante y más grave es la del SIDA. El SIDA es una enfermedad pues, que, que está en estos momentos en todo el planeta y que aún no tenemos no, ningún, ningún tipo de, de vacuna ni, ni de cura para, para, para esta enfermedad. Fíjate, has dicho algo que me pareció importantísimo, porque se está hablando tanto de la vacuna del coronavirus, eh, yo creo que es importante, claro que lo es, eh, como es eh, también el tratamiento, pero el SIDA, que quizás es la más mortal, De todos eh, los virus que ha habido últimamente, o por lo menos en la masa publicitada, digamos, pero eh, la más conocida todavía no hay vacuna y no Exacto. hay previsión de que lo haya. Y se ha superado, se ha superado, entre comillas, se ha superado, claro. Sí, o se ha por lo menos controlado, quizás, claro. la, la palabra porque tenemos fármacos que permiten reducir uh, mucho el, el efecto del virus, pero no, ni mucho menos tenemos vacuna ni nada que lo permita curar. Espero que con el coronavirus será diferente, porque es un virus mucho más estable que el del SIDA. El, SIDA. el del SIDA está mutando, cambiando constantemente, entonces cuesta mucho diseñar vacunas, pero uh, por lo menos el coronavirus parece que se, se queda igual Y no, y no cambia rápidamente, esto permitiría pues conseguir esta vacuna. Pero es cierto, creo que es muy importante no olvidar que hay otras pandemias, hay otras epidemias, hay otros uh, microbios. De hecho, en el libro hablo de las cuatro grandes epidemias uh, que existen y que quizás no, no recordamos si la es una de ellas. y Pero la malaria, pensemos en la malaria, es una enfermedad mm -hmm. infecciosa que está causando miles y miles de muertos cada, cada año, y ni siquiera hablamos de ella. Eh, es verdad, eso que dices eh, es importante porque, además, hay... Estos en días, eh, no sé en el Reino Unido, pero también en España, un poco el mensaje de los eh, hospitales, eh, de los médicos, eh, también era, bueno, esto es importante, pero que la gente no deje venir a nosotros si tiene otros eh, males eh, graves. Eh, ese es uno de los peligros que, que tenemos, ¿no? No ir al médico sí, por miedo a contagiarnos. Sí, sí, sí. Eh, creo que el, el problema principal de, este, de, esta, de esta pandemia ha sido y es el riesgo de saturar a los sistemas de sistemas sanitarios de claro. salud. Y esto uh, hay que tenerlo en cuenta porque, como decíamos, este es un virus relativamente leve, es un virus que podría haber sido mucho peor, es un virus que es muy infeccioso, esto es cierto, y este es su principal poder, pero no es demasiado letal. La letalidad seguramente... Cuando acabe todo esto lo podamos calcular bien, se quedará alrededor del 1%, que es relativamente bajo. Y entonces uh, el, el problema principal es si nos contagiamos uh, todos de golpe. Eso, eso es lo que hemos estado intentando evitar en las primeras fases de la epidemia, porque el porcentaje de pacientes que tienen una reacción, digamos, peor a este virus, los que tienen los casos más graves, si se pueden tratar, se pueden intubar en los hospitales, pueden estar en la UCI, la mayoría o una gran parte se pueden salvar. Si no, van a, morir, van a morir mucho más, el, el número de, de muertes va a ser más elevada, Por lo tanto, creo que ha sido es, es básico reducir los contagios, como hemos dicho, no pues uh, con el, el distanciamiento social, el, el confinamiento, etcétera, para poder evitar esta saturación que se nos venía encima. ¿no? ¿Y tú qué piensas en, de la globalización? ¿Es en parte culpable de, de lo que está ocurriendo o también puede venir la solución por ahí? Porque la globalización es para lo malo y para lo bueno. El conocimiento también se transmite gracias a la globalización absolutamente creo que tiene, es muy acertado lo que dices porque es, es positivo y negativo a la vez obviamente eh, ahora estamos en un, vivimos en un mundo, en un sistema en el cual ah, aparece un brote en la, en, en la China y en dos días lo tienes en, en... En el Canadá, ¿no? El hecho de que nos viajemos tanto y nos movamos tanto hace que a partir de ahora cualquier enfermedad infecciosa nunca más ya será una enfermedad localizada. Cualquiera de ellas puede globalizarse muy rápidamente, pero es cierto que a la vez, y lo estamos viendo en esta pandemia, el conocimiento fluye de una manera mucho más rápida y ha sido muy espectacular como científico ver como todos los científicos y expertos del mundo se han unido y se han puesto a trabajar a, a, para buscar soluciones a este virus de una manera que no se había visto antes. Estamos compartiendo datos y compartiendo resultados de experimentos y se va a encontrar una vacuna seguramente y fármacos contra, contra el virus de mucho más rápido de lo que podíamos haber pensado hace unos años gracias pues, a esta globalización que decíamos, a, esta, a este flujo de información a, rápido y a, tan, tan extenso que tenemos en estos momentos. Insistimos y también gracias a la globalización se puede contar con tu libro que ha aparecido, que está en el mundo digital, que dentro de poquito, cuando se abran un poco las puertas de todo, también estará en las librerías. El libro es de Deusto, es las grandes epidemias modernas, es quizá una epidemia que seguirá en el tiempo, ha venido para quedarse, ¿crees? Uh, el virus sí. El virus, uh, es muy difícil uh, uh, eliminar un virus tan infeccioso como este una vez aparece. Pensemos, por ejemplo, el virus del sarampión no existe, el virus de la poliomielitis aún existe. Son enfermedades que tenemos controladas, pero el virus no lo hemos eliminado. Creo que esto pasará lo mismo. El virus seguirá por aquí, uh, pero si todo va bien, tendremos maneras de evitar que genere pandemias como esta otra vez, que generará, supongo posiblemente brotes, uh, seguramente seguirá causando muertes como como lo, lo, las causas del virus de la, de la gripe, pensemos que la gripe uh, por, lo, por lo menos mueren alrededor de medio millón de personas al año de, de gripe o sea, no es ni mucho menos uh, algo trivial y este podría ser lo mismo, podría ser un virus pues que se quedará incorporado en el calendario digamos de virus uh, que, que van rondando y que a lo mejor uh, siguen patrones estacionales, a lo mejor brota más en en, en, invier en invierno y en verano desaparece, pero uh, eliminarlo, eliminarlo de todo es, es creo casi imposible. Pero controlarlo, sí, de la misma manera que hemos controlado eh, el SIDA y, y la gripe incluso, creo que este sí que lo podremos controlar y eh, pues ya no tener que, que sufrir y tener que estar todo el día pendiente de si el virus está por aquí o no. Fíjate que me parece muy positivo y muy eh, necesario el mensaje... Porque eres una de las personas que es más sabe en el mundo de virus, hay que más sabe de moléculas, de cosas hay que no se pueden perjudicar y de este tipo de enfermedades. Y sin embargo, bueno, pues es un mensaje realista y nos habla de los problemas a los que nos enfrentamos, pero también de un poco relativizar, nos hace falta relativizar un poco. Tenemos sobredosis de información y parece que solo nos fijamos en lo negativo, ¿no? Sí, sí, sí, y eso va un poco ligado con lo que decías antes de la globalización y de cómo la información fluye de esta manera tan rápida, incluso la desinformación, que ese es otro problema. Uh -huh. Junto con la, con la información, pues aparece toda esta, esta información confusa, esta mala información que se mezcla y que desinforma a la, a, a la gente. Y por eso los, los medios tenéis, tenéis este papel tan importante en estas crisis de uh, actuar de centro y de dar voz a los expertos de verdad y, y seleccionar lo que es bueno y lo que es malo. ¿no? Pero Chris, sí, creo que esto es, es importante, uh, es, es otra característica más de las pandemias que veremos a partir de ahora, ¿no? de, de que esta, esta, esta coordinación que decíamos a nivel científico y esta información a nivel uh, a nivel uh, de la población es algo positivo y que uh, viene con cosas positivas y negativas pero que tenemos que aprovechar estas características pues para, para hacer frente a esta y a cualquier otra pandemia, como que decíamos, pues con mensajes más uh, realistas Eh, pero o sea, hay, hay datos negativos, hay datos positivos, pero hay que intentar ser realistas. en cosas buenas y malas de esta pandemia, tenemos que, que saber diferenciarlas. Ya sé que es muy arriesgado y no se debe hacer ninguna previsión, eh, todo cambia, eh, pero ¿en qué momento eh, podemos determinar que se puede abrir la mano? ¿Qué puede empezar eso que yo supongo que en Reino Unido también, en España, se llama confinamiento-desconfinamiento? Un poco que se abra la puerta. Uh, el gobierno español es muy partidario de empezar a hacerlo ya Y de hecho en el Reino Unido Estamos haciendo un confinamiento un poco más light Que no sé si funciona bien y Que creo que genera uh, problemas um, uh, Y es, es, como bien dices es muy difícil uh, Avanzar uh, uh, hechos porque los datos uh, cambian cada día. Este es un virus nuevo que no conocemos y de un día para otro tenemos información diferente. Pero uh, si tuviéramos que aventurarlo, yo uh, personalmente creo que uh, sería necesario hacer un confinamiento lo más serio posible durante el máximo tiempo posible, porque esto es la clave para bajar el, el contagio de contagios de forma considerable. Y entonces, a partir de ahí, pues hacerlo progresivamente, de forma escalada, digamos. ¿no? Y, pues quizás empezar a uh, que la gente vuelva poco a poco al trabajo, no todos de golpe, porque si no volvemos a estar con los... Uh, A transportes públicos saturados y, y podiendo tener situaciones de riesgo. Después, quizás los últimos en salir tendrían que ser la gente, la gente mayor, la gente con, con problemas o la gente más frágil, pero se podría ha ir haciendo de forma escalonada y quizá llegar al, al verano con un poco más de relajación ya en lo que es el, el confinamiento, porque seguramente con las altas temperaturas el virus se propagará peor y tendremos pues más, más, menores contagios y, más, y podemos estar un poco más tranquilos, pero lo que es importante recordar, lo que decíamos antes, este virus no se va, ya sea que no tengamos una vacuna o algo que nos permita con, construir un poco de inmunidad de grupo, de que haya gente que sea, un buen número de gente que sea inmune al virus, aún habrá riesgo de rebrotes y tendremos que estar uh, pendientes y controlando uh, las, todas las posibilidades de que esto vuelva a, a engancharse y a empezar otra vez. Ya la última cuestión, es, Salvador, ¿vamos a aprender algo? Porque esto va a volver a pasar, ojalá dentro de mucho tiempo, pero pasará otra vez. Sí, sin duda pasará otra vez y ojalá, como dices, sea dentro de mucho tiempo. El problema es... Eh cómo lo prevés, ¿no? Cómo, cuál, si, si pudiéramos decir, esto va a pasar cada diez años, o cada 20 o cada 30 nos podríamos preparar mejor. En estos momentos no tenemos, no hay ninguna certeza, no puedes saber cuál será el próximo virus que va a dar una pandemia, pero la única cosa que sabemos es que es probable y que puede pasar y que seguramente pasará. Y entonces, ¿cómo nos, cómo nos preparamos o cómo lo hacemos? Pues uh, yo creo que ahora esto podría ser un buen toque de alerta. Uh, hubiera, hubiera podido ser peor esta pandemia, y esto es importante tenerlo claro, ser por lo menos positivos en este aspecto, y que nos sirva, pues, un poco de, de, de Para cambiar nuestras costumbres o quizás para, quizás para prepararnos mejor, ¿no? Y creo que ha sido el principal problema que hemos tenido en esta pandemia ha sido eh, esta falta de, de conocimiento, de previsión al principio que ha hecho que los políticos actúen cada uno de su manera, como buenamente han podido y ah, haya ha habido pues, fallos importantes, creo yo, en la gestión en muchos países ah, ah, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, son ejemplos creo que esto se puede hacer mejor y si lo aprendemos ahora, ojalá esto sirva pues para aprender, para, para la próxima hacerlo mejor En el Departamento, el coordinador, el director del Departamento de Biología de la Universidad de Leicester, autor de este libro que hemos comentado, Las grandes epidemias modernas, está en Deusto, Salvador Maseb. Muchas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos y por transmitirnos todo lo mucho que sabes sobre este asunto. Es importante saber y aprender de gente como tú. Gracias. Gracias a vosotros. Que vaya bien.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 Recordamos e insistimos en ello hemos empezado a las 12 vamos a estar hasta las 4 de la madrugada aquí en la sentoría de Onda Cero Radio en La Rosa de los Vientos Onda Cero que está haciendo un año de esfuerzo en la página web en OndaCero.es están todos los programas y los servicios informativos os ponen al tanto de toda la última hora de lo que está ocurriendo en el mundo y en España esa es terrible Pero aquí os contamos absolutamente todo. En las últimas 24 horas han fallecido 387 personas. Es terrible, fijaos lo terrible que es. Para que esto digamos que es una buena noticia, 387. Es una buena noticia porque hay un descenso, en estos días hay un descenso con los anteriores. Pero son muchos, insistimos, ¿eh? 387. Con sus nombres, con sus apellidos, eh, con su historia, con su familia, nos acordamos absolutamente de todos ellos, de estos 387 y de los 22.000, casi 23.000 que han fallecido ya. Pero como decimos, eh, también hay noticias eh, que nos hacen tener un poquito, un poquito de esperanza. Esta semana se ha cerrado la morgue del Palacio de Hielo es una noticia es una buena noticia, es terrible su existencia, pero se ha cerrado esa morgue en el Palacio de Hielo en Madrid y dentro de unos días, dentro de unas semanas, eh, seguramente el hospital de IFEMA que tanto y tanto ha ayudado a los hospitales a descargar un poquito esa tensión, pero el hospital de IFEMA seguramente en las próximas semanas eh, cerrará sus puertas, eh, pero ha sido impresionante ...la ayuda del hospital y de sobre todo... ...de la gente que ha trabajado y que trabaja... ...en ese hospital. Y en esta hora de la rosa de los vientos... ...vamos a conocer un poquito más... ...del origen de la CIA... ...vamos a hacer casi casi... ...arqueología... ...del mundo de... ...bueno, del origen de la CIA... ...vamos a hacer arqueología de la historia para conocer la CIA no fue eh, generación espontánea venía de algo, bueno pues hoy vamos a conocer por qué nació la CIA en los Estados Unidos y vamos a tener también Círculo Secreto y vamos a hablar de brujería en Canarias y de muchas otras cosas en este programa todavía estamos hasta las 4 de la madrugada La Rosa de Ventos, Onda Cero Son cuatro los eh, minutos eh, que pasan de la una de la madrugada. Tiempo para recuperar el personaje oculto de esta noche. ¿Quién es? Nuevas eh, pistas nos las ofrece Silvia Casasola. Cuéntanos, Silvia. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes, y se han incorporado más tarde, que es un grupo español, un grupo cantante, que una de sus canciones es un auténtico himno para muchas personas. Y que la letra está inspirada en vivencias personales. Pero, ¿qué grupo es si se conocieron siendo muy jóvenes y además está formado solo por chicos? Bueno, yo lo he puesto súper fácil. Ya sabéis que podéis escribir en el correo a rosa.vientos.es o si preferéis hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos. Ahí nos ponéis vuestra opción. Y entre todos los que acertéis uno de vosotros tendrá ese recuerdo del programa. Así que mucho ánimo y a participar, que tenemos una noche estupenda por delante. La una y cinco minutos y continuamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0 Y hoy en Materia Reservada hacemos historia Hacemos arqueología para conocer los orígenes de la CIA. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. ¿Qué? Es que ahora, ya sabes, este año se cumplen 80 años desde de, de, que el, eh, el servicio secreto americano era una birria. Bueno, ¿fue alguna vez una birria? Empieza fuerte, empieza fuerte. Sí. No, no, digo el, eh, el, digo el servicio secreto o los servicios secretos de Estados pero, Unidos hace es un cúmulo de cosas. Años... Hace 80, ayer y hace... Eran, son son y era un cúmulo de cosas. Conocemos la CIA, pero la CIA es seguramente casi más un nombre genérico para determinar todo lo que existe. Pero ¿era era la CIA o era la tía? La tía, sí. Yo creo que hace hace 80 años, 1940, era exactamente la, la, la tía. Hace eh, 80 años la hacía la pero existían los servicios secretos americanos y en aquel momento, eh, que ya llegaremos, pero simplemente era por dar, por dar uh, eh, un titular, ¿no? Eh, eh, en la, el presidente Roosevelt consideraba que aquello eh, era una cosa que no le servía absolutamente para nada. ¿Y cuál fue eh, el origen de la CIA? Porque nos tenemos que remontar a la época de la guerra de secesión, ¿no? De la guerra de la independencia incluso, ¿eh? eh sí. Si, en la guerra de la independencia, en, en, en de, hecho, de 1775 a 1783, el, eh, George Washington, que era el comandante de, de, en jefe del ejército que luchaba contra los ingleses, Él era consciente de que no disponía o, o apenas disponía de medios, no, no se sabía, digamos, mucho lo que era el, el espionaje. Él ya que los, los británicos, que eran mucho más avanzados que ellos, eh, les tenían sometidos con topos y tal, y entonces ellos lo que hacían en este caso, por ejemplo, era frente a lo, para evitarse lo de los topos, lo que hacía era utilizar a los topos. Es decir, se inventaban planes para intoxicarles de cosas que no iban a hacer, pero para tratar de, de fastidiarles. ¿no? Y luego hay una cosa que eh, que hacían, que, que hemos visto, que no sé si vosotros habéis visto algún capítulo de la serie Tan espías de Washington. No, yo no. Que es, una serie de, que es una serie en la cual se habla de algo que es real y que existió, que era el anillo de Culper. ¿no? El anillo de Culper era eh, una serie de espías que tenían en, en Nueva York Y que esos espías obtenían la información, se la pasaban a un comandante, a Benjamín Talmadge, y este se la transmitía directamente al, a, a Washington, ¿no? Y Washington le transmitía las órdenes. Es decir, a una red que había creado el propio Washington para tratar de obtener algo de, de información. Como veis, espionaje del hombre sobre el hombre y, sobre todo, todavía muy chacero. Desde luego que sí, pero, sin embargo, es el origen. Hablamos en de... Eh... Hace 200 años, además, eh, eh, eh, para buscar el ejemplo bueno, seguramente sí. nos tenemos que remontar al comienzo de los Estados Unidos. Bueno, nos estamos remontando a ello, ¿no? Sí. Pero también sí. fue pues, muy importante que... una agencia de detectives en todo esto. Claro, claro. Porque fijaros que cuando ya llega la guerra de, de secesión en el sesenta, 1861, bueno, pues los ejércitos, todavía el espionaje era una cosa de andar por casa, ¿no? en aquel momento había un detective que seguro que a nuestros oyentes les suena que era Alan Pinkerton sí. era un detective privado es decir era un tipo que que digamos que su gran su gran éxito era que detenía forajidos no en la época del del, del oeste esa que algunos relacionamos con John Wayne pero que era el puro oeste americano el con el cazarrecompensas ¿no? correspondiente eso es Eso, y, y el proteger a los trenes para que no los asaltaran y, y tal. Bueno, era tan bueno con su trabajo que en la guerra de secesión eh, le nombraron el jefe del servicio secreto de la, de la Unión. ¿no? Es verdad que Pinkerton ya introdujo unas cosas que ahora nos parecen normales, pero que en aquel momento fueron muy novedosas. ¿no? Como, por ejemplo, eh, establecer una serie de, de, de sistemas para hacer los seguimientos de los sospechosos utilizar personalidades falsas para, para obtener información. El hecho es que, que a él le contrataron y para no extenderme mucho en esta época, eh, sí decir que fue más fracaso que otra que otra cosa. Y, y veréis por qué. Porque mm, tenía, cometía algunos errores, como por ejemplo tenía una cierta tendencia a exagerar las fuerzas de los enemigos. ¿no? O mm, Por ejemplo, eh, a, a inventarse, eh, cuando elaboraban los informes, se inventaban muchas de las cosas que no lo que no podían saber se lo inventaban. ¿no? Y se lo inventaban además con una intención, y era que los que les pagaban, el, lo, los mandos militares que les pagaran, que se sintieran contentos con la información que les daban. Imaginaros los servicios secretos, Si escribieran lo que querían eh, lo que quisieran los los jefes, sería un rollo patatero y, y no servirían absolutamente para nada, ¿no? Y no había periodistas eh, que cuentan aquello que los servicios de inteligencia no quieren contar <risa> o les ha interesado contar a sus jefes, <risa> los agentes, claro. <risa> Porque no siempre en, han, en contado en, en aquella, han contado la verdad, han contado lo que les interesaba a veces. Claro, es que al final, al final, Pinkerton, que sin duda era un gran detective privado, claro. ¿no? Pero una cosa es ser detective privado y otra cosa es ser espías. Y, y en una guerra, lo que tú tienes que facilitar, eh, a, o en, al menos en aquel momento, ¿no? Lo que Ellos lo que querían era saber cuántos hombres tenía el enemigo, dónde los tenía colocados y cómo... Eh, y ver lo, los caminos para, para vencer. Si ellos inflaban el número, a veces lo inflaban. Imaginaros, ¿no? Eh, y luego resulta que además eh, no daban información real, bueno, pues iba como pues eso. Hay es un absoluto fracaso. Hay un cacao enorme de las agencias de espionaje en Estados Unidos porque existe eh, la Marina, existe el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, existe el FBI. Cada cuerpo militar, policial, lo que sea, tiene su agencia de espionaje. Sí, eh, la, la verdad es que la... Y eso ha pasado es siempre, perdona Fernando. Sí. En Estados... sí, sí, sí. Es que la, la primera agencia de... de... agencia, eh, la primera, el primer grupo de espionaje que se crea es el, el del espionaje na naval, la oficina de inteligencia naval que se crea en 1882 y luego se crea la del ejército todavía. La del ejército de vendría más tarde cuando ya hubiera unidades aéreas, pero se crean y estos en realidad les podemos llamar servicios eh, secretos, pero en realidad estos lo que hacían era nada, eh, recibir información y cubrir las necesidades de la, de la Armada o cubrir las necesidades del ejército de, de tierra. no podíamos, no podíamos Eso no fue ningún avance. Entonces avance la cosa es la con, con, con 1908, el FBI, ¿no? Claro, en 1908 se crea lo que inicialmente se llama la Oficina de Información, que ya más tarde sería el FBI tal y como lo conocemos ahora. En realidad, en los inicios no era eh, tan... Tardaría en, en ser, porque ahora sabéis que el FBI es policía, pero que tiene una rama muy, muy importante, que es la de contrainteligencia. Es decir, quien de, y, y descubre quien persigue... Fernando, yo creo que, que, que Tetran ha mandado unos infiltrados esta noche, porque sabe que le hemos mencionado varias veces, se han enterado de que vas a contar los orígenes de la CIA que él tiene allí, amigos y enemigos, y nos está a, haciendo una comunicación muy cibernética sí, contigo. está metiendo las tijeras de vez en cuando. Vamos a intentarlo, y si no, sí, sí. contactamos contigo de otra forma. Eh, en todo esto, en todo esto... Es importante la figura de Roosevelt, ¿no? En los años eh, 30, nos situamos históricamente, eh, 40, años eh, 30, sí, sí. Eh, bueno, eh, 30, en el momento de sí. entreguerras, en el momento en el que ya se ha producido la crisis de Wall Street, la del 29, el crack, crisis económica en todo el mundo, y aparece un poquito, se comienza a percibir lo que ocurre después. Sí, eh, sabéis que Roosevelt es uno de los presidentes, si no el más, eh, que ahora no, no lo sé, más, eh, que más tiempo estuvo en, en, como presidente en Estados Unidos a lo largo de su historia, ¿no? Él llega en 1933 y se encuentra con algo eh, sí, por... preocupante para él, ¿no? Y es que eh, los servicios secretos son un caos, que la información que le dan es escasa, que es contradictoria, que no le sirve para nada en aquel momento eh, está en pues eso algo lo que has dicho antes Bruno no el departamento de estado el fbi el ejército la marina un batiburrillo de, de ellos eh, totalmente ineficaz cuando a él en ese momento ya empezaba y con el paso de los años a ponerse de eh, nervioso por el tema de, de internacional no y entonces él eh, pedía información Y no se la daban. Cuando la información ya empezaba a existir, ¿no?, porque la tenía eh, la Oficina de Información Naval y la tenía la, eh, lo, los militares. Lo único que pasa es que dentro de ellos circulaban, pero al presidente de los Estados Unidos solamente le pasaban una cosita muy pequeña, muy pequeña. Es decir, no había una, una coordinación y no había un deseo de servir al, al presidente. Cuando él empezaba a estar muy preocupado eh, con el tema de la llegada de los nazis al poder en Europa, ¿no? Nos dice Johnny Martins eh, con Almadía Rosa Vientos. el micro de Fernando Rueda falla, que no, que no, que no tiene micro, que está en su casa, eh, hemos eh, reformado un poquito todo y no está aquí junto a nosotros y a veces hay fallos, bueno, pero de momento estamos intentando salir adelante, nos estamos situando en un personaje en Roosevelt, nos situamos en una época en donde la prehistoria de la fia se podía llamar OSS. ¿El ancestro? Sí. sí ¿no? Sí, el, eso es. Es, el, es la oficina de servicios estratégicos, ¿no? Lo que pasa es que para llegar a la oficina de servicios estratégicos, eh, Donoman no sabe cómo hacerlo. Claro. Eh, perdón, Roosevelt no sabe cómo sí. hacerlo. Y entonces lo que hace Donovan, es que, ¿no? ante la llegada de los nazis, eh, lo que hace es que coge a eh, busca, eh, digamos, entre, mm, de una forma reservada, de una forma secreta, Busca a alguien que le pueda contar la, la información que ese batiburrillo de servicios secretos no le mandan, no le llegan. Y entonces le, le presentan a William Donovan, que es un prestigioso general que conoce mucho el mundo y le encarga una misión. Vete a Europa, date una vuelta por allí y cuéntame qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, que los ejércitos entonces, que tenían, perdona, eh... Fernando, los ejércitos estadounidenses que tenían sus propios eh, grupúsculos de agencias de, de espías para eh, estar informados no le daban una información al día al presidente Roosevelt y, te, y tiene que buscarse él pues no, un, una, una persona para claro que le facilite porque... eso. Porque ellos iban a su propia bola. Es decir, ellos eh, buscaban la información que a ellos les interesaba. Ah, él no decía, que, no podía decirles lo que quería. Ajá. Y entonces lo que dice es, le dice a Donovan, vamos a ver, vete a Europa, recórrete Europa y cuéntame qué es lo que está pasando. Y entonces Donovan se va a Europa y allí tiene varias, bueno, hace un recorrido en, enorme, Portugal, Egipto, Grecia, Bulgaria, tal, Serbia, un montón de países, ¿eh? Y eh, empezando por eh, Gran Bretaña, ahí Winston Churchill le, es el que le da la gran teórica, pero también se pasa, por ejemplo, por España, e incluso se reúne con el general Franco. Uh -huh. Le dice con toda claridad que Roosevelt se opone al expansionismo nazi, también porque le han informado de que Franco está dubitativo si entrar o no entrar en la guerra. Y cuando vuelve, eh, por primera vez, cuando vuelve a Estados Unidos, después de ser algo periplo, es cuando eh, el, el presidente se siente contento, se siente a, eh, a gusto disponiendo de una información y entonces eh, crea un órgano en julio del 41, crea un órgano que llama el COI, ¿para qué? Para recopilar y analizar la información de toda esa pandilla, de, de entre comillas, de inútiles, que recopilan mucha información pero no se la pasan. ¿no? Pero no consigue crear un, ese servicio secreto hay un China, todavía, de Oficina de servicio estratégico Para poderlo crear, tiene que pasar lo que pasa muchas veces en estos servicios, eh, que es una gran desgracia nacional. Y esa gran desgracia nacional La ocurre crisis. el 7 de diciembre de 1941, que es cuando los japoneses bombardean ah, Pearl Harbor. Exacto, Pearl Harbor. Ahí ese, es, es... ese es el momento, porque se ha preguntado... Sabemos eh, que ese ataque de Japón contra Estados Unidos en Pearl Harbor eh, causó miles de muertos, fue la razón fundamental por la que entró en la guerra de Estados Unidos y se ha dicho en muchas ocasiones que o bien los servicios secretos fallaron o no informaron de todo lo que conocían que podía ocurrir. ¿Sabemos la verdad ya? Efectivamente. ¿Alguien lo, lo sabe Lo que sabemos, efectivamente, lo que está contrastado, sin dar opinión, es que había datos... Eh, de estos servicios de este bastiburrillo de servicios secretos había datos que apuntaban la posibilidad de ese ataque. otra cosa distinta es si ese ataque se si se perdieron esos datos por esa mezcla y por esto que os estoy contando del gran caos o si hubo alguien que eh, intencionadamente eh, los pudo hacer desaparecer no uh -huh. pero en cualquier caso El mensaje claro para Roosevelt es, esto no puede seguir así. Tenemos información, tenemos montones y no conseguimos nada. Entonces, en ese momento, como reacción a esa, a esa chapuza, en junio de 1942, es cuando crea la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, para, dependiendo de él, recopilar y analizar esa información. Pero atención, también, y esto es lo que... por Lo que terminará convirtiendo esta oficina de servicios estratégicos en el futuro, en la CIA, también para efectuar operaciones de espionaje en todo el mundo. Por primera vez había un servicio secreto al servicio del presidente, eso sí, todavía un servicio secreto militar. La Oficina de Servicios Estratégicos, digamos que se empieza a parecer un poquito la CIA y lo que la ha rodeado, pero nos tenemos que situar en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, la CIA llega bastante después, pero cuando acaba la Guerra Mundial, ¿qué hace el espionaje de los Estados Unidos? Sí, eh, eh, en, eh, estamos en, en, en un momento en el cual... Eh, el Hay guerra en, en Europa y mmm, la OSS lo que hace es eh, empezar de cero, es decir, y encontrarse con una guerra eh, tremenda, ¿no? Eh, sin, eh, pero reaccionan rápido. Eh, la OSS eh, contra... Eh, Y os cuento las innovaciones, porque es muy importante. Sí, a mí, a mí me gusta, a a mí gustaría a saber si, CIA, ¿no? si tienes el dato de a quién pone al frente y con, con cuánta gente se, se inicia esta OSS, que más o menos es un poco el origen más real ¿no? de lo que es la agencia de inteligencia. Sí. Claro, al frente obviamente pone a la, a la única persona en la cual confía y que tiene que es Donovan. Uh -huh, y claro. eh, el personal contratan a 24.000 eh, agentes, yo creo que está exagerado el número, pero bueno, oficialmente es esa cifra, de lo cuales una parte son militares, que los cogen de la Marina y del Ejército, pero atención, y esta es la gran novedad, eh, vista muy claramente, una cuarta parte de esos 24.000 son civiles, prioritariamente universitarios, un nuevo concepto. Y, de, y en total hay mil mujeres, pero no mil mujeres para ser secretarias, sino mil mujeres en igualdad de condiciones para ser espías, incluso espías operativas. Es verdad que, como todo esto se hizo muy rápido, eh, a la postre, eh, con el paso de los años, eh, se vio que había... No sé, pues, pues Que los rusos, por ejemplo, le infiltraron eh, agentes, entre otros, para la desgracia de Donovan, Eh, su, ...su ayudante personal... ...Duncan Lee, ¿no? Pero bueno... ...no se puede esperar... Re, eh, reclutar tanta gente y que no pase... ...pase eso... Y ...pero esa... la verdadera pesadilla de Donovan... ...dime, dime... ...no, iba a decir que en esa época en los Estados Unidos... ...cuando acaba la Guerra Mundial... ...cuando comienza un nuevo tiempo... ...ese nuevo tiempo es el... ...todavía está la OSS... ...la Oficina de Servicios Estratégicos... ...al frente del espionaje... ...en Estados Unidos... Y lo llamativo es que en ese sistema, en ese, en ese servicio de inteligencia en los Estados Unidos, bueno, que ya se pelea, pero ya aparecen las operaciones eh, clandestinas, eh, ya aparece eh, la estación eh, clandestina, ya aparece el espionaje tradicional, ya aparecen las cosas un poquito como son después y como son conocidas, eh, como es eh, un poco en la actualidad, eh, como ha sido la CIA en cierto modo y cómo ha sido el resto del espionaje en los Estados Unidos y en todo el mundo. Por supuesto, en los Estados Unidos insistimos y en todo el mundo. En los Estados Unidos la CIA ha capitalizado un poquito los eh, diversos eh, servicios de inteligencia, pero ha venido después de la OSS, que ha sido un poco el, bueno lo tradicional, lo importante, lo tradicional en los Estados Unidos. El servicio de inteligencia a partir del cual nació de todos. Hay un antes y hay un después de la OSS. Hasta la aparición de la OSS parece... parece ...que eh, todo está un poco en mantillas, está un poco eh, desnudo... ...pero se va vistiendo eh, el sistema y la estructura se va vistiendo ya un poco lo que es la estructura de los servicios de inteligencia modernos en los Estados Unidos y luego aparece también la CIA y aparecen otros servicios de inteligencia. Pero insistimos, en ese momento se produce, a final de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de lo que después ha sido el servicio de inteligencia moderna. Pero insistimos, ya aparece, ya aparece la Opera, las operaciones clandestinas, los espías, ya aparecen... Fernando, aparecen entonces las gabardinas, ¿verdad? Sí, claro. claro. Y las alcantarillas también. Sí, las alcantarillas, <risas> aparece todo. Lo, eh, pero aparece todo desde cero. Es decir, que esto es muy importante, ¿no? Es decir, eh, cuando ellos eh, participan en operaciones clandestinas, mm, eh, no tienen ni pa la más cajolera idea de lo que es una operación clandestina. Aprenden sobre la marcha. Es decir, Donovan se da cuenta de que quiere de que ha, hecho, ha creado la sección de operaciones especiales y entonces eh, dice a los británicos, eh, enseñanos a, a hacer esto. Es decir, eh, al MI5 y al MI6 les tienen que enseñar, les tienen que formar, les tienen que entrenar. De hecho, cuando forman los equipos eh, Jetburg, que son equipos que forma el PSOE británico, o sea, la, las unidades especiales británicas... Eh, son equipos que tienen un mínimo de tres hombres, un británico, un estadounidense y un francés, que es el radiotelegrafista, que los lanzaban allí en, en Francia de cara a preparar el desembarco de Normandía. Bueno, durante mucho tiempo los británicos recelaban de, de los estadounidenses porque no tenían la más pajolera idea de cómo se hacían estas cosas, porque este era un, era un servicio nuevo, es decir... Todos los servicios eran eh, el, el británico era enormemente más avanzado que, que ellos. O sea, Luego, tal... te llevaban desde cuándo los británicos, recuérdanos? <ríe> Llevaba la, desde antes de, de la Primera Guerra Mundial ya habían empezado a actuar, ya habían empezado a, a, a moverse. moverse unos 30 años más o menos. Llevaban practicando ese tipo de, de cosas. Y y los hombres de la de la gabardina que decía de, que decía Bruno, pues eran ni más ni menos que en aquel momento empiezan a montar estaciones clandestinas que no tenían, obviamente, porque era un servicio recién creado. Lo que pasa es que después de la guerra esas estaciones clandestinas, incluidas las de España, se eh, mantuvieron. Y luego hicieron una, un concepto que es muy importante, que es el concepto de inteligencia. Se llama servicios de inteligencia porque la inteligencia es a la mezcla, a la suma, de eh, información más análisis, no solamente es utilizar la información sino es hacer análisis. Gracias a, a la OSS, eh, una serie de personas, de lo cual ya no eran solo militares, eran economistas, eh, diplomáticos, geógrafos, tal, eh, lo que hicieron fue decir a quién tenemos que atacar y entonces esta, eh, la OSS propuso vamos a mm, descargar que nuestros aviones bombardeen las fábricas de aviones alemanes y las instalaciones donde está el petróleo. Lo cual, con el paso del tiempo, dio un resultado fantástico. Porque, es el siglo eh, XX, el comienzo, de verdad, eh, lo que eh, ha sido noticia hasta ahora. Claro, en 1944 pues, se acabó el talusmafe, eh, se acabó el, el, el... Es decir, han jugado eh, eh, co cosas eh, absolutamente innovadoras y absolutamente, que, pero de nuevo fue la OSS y no la hacía, que no existía, por uh -huh. ejemplo, la que al final de la, de la guerra lleva a cabo ese esperpento, ese drama, esa cosa tan impresentable de, del mundo mundial, que es vamos a captar a los científicos eh, nazis y a los investigadores nazis que, que tan buenos eran y vamos a llevárnoslos a Estados Unidos para que eh, aporten sus conocimientos al servicio de la nación emergente. Es la OSS, y no la CIA, que no existía, la que, eh, a la cual se ofrece Richard Gelen, que sabéis, es el, el general eh, eh, que crea eh, el grupo Gelen, el, el servicio secreto alemán, y que él es un nazi que con cientos de nazis hacen un servicio secreto en Alemania para luchar contra los comunistas y que lo financia secretamente Estados Unidos. Yo quería recordar un dato que has comentado antes, que se ha quedado así un poco, y no sé si yo me he enterado bien o no, que has dicho que en esa en ese origen de la OSS en el que reclutan a tanta gente que uno de los infiltrados que coloca al lado de, de Roosevelt eh, los rusos es su ayudante mano derecha, ¿es así? El mano derecha, sí, sí. Duncan Lee se llama, que era el, el, el ayudante de, de Donovan. Es que el, la historia es eh, que cuando en un servicio secreto tú haces algo precipitadamente, te equivocas. La captación, que alguna vez lo hemos hablado y que alguna vez volveremos a hablar de la, cómo capta el servicio secreto a sus espías, el español en concreto, es un periodo que puede durar entre seis meses y un año, porque no solamente es hacer de no sé cuántas pruebas, es investigar su vida, es hacer todas estas cosas. Si Donovan para montar la OSS tiene que eh, y reclutar a 24.000 o a 20.000 personas, imaginaros, no habría... Había acabado la guerra y todavía estaba reclutando a las personas, ¿no? Y finaliza, lo pagó. finaliza la guerra eh, y en un momento determinado se acaba la OSS y se transforma en la CIA. Y en todo este proceso tiene mucho que ver un presidente norteamericano. Eh, ¿En qué momento acaba la OSS y comienza la CIA? ¿Cuándo se da la bienvenida a lo que tenemos ahora? Pues mira... Eh, Rodel, eh muere y le sustituye en abril del 45 Harry Truman. Acaba la guerra y con y Truman ve una cosa eh, que tal y como la habían concebido, la OSS no tenía sentido. Pues la OSS era un servicio para la guerra. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos tenía tantísimos servicios secretos que ya lo ocupaban todo que eh, consiguen que Que Truman diga, bueno, pues la OSS ahora ya en paz no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces aquello que, que habían creado, aquella gran experiencia, aquel gran desarrollo, aquellas gran todo, de repente se lo cargan. Y busca y Truman y plantea varias alternativas, chapucería una unidad de servicio estratégico que no funciona, un grupo central de inteligencia que no funciona. Eh, y al final se plantea, y dice, vamos a ver, pero yo, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito una OSS que sea tan fuerte, pero que además sea civil. Porque aunque luego el personal sea, sea militar y sea eso, yo lo que necesito es eso. Y en 1947, o sea, dos años después, crea eh, la Agencia Central de Información, la CIA, que básicamente es la continuadora de la OSS, no del ejército, no del este, no, de la OSS, como concepto, ¿no? Aunque el concepto real de lo que es la CIA, de lo que ahora conocemos la CIA, ocurre un año después cuando el Consejo de Seguridad Nacional aprueba que la CIA pueda actuar en suelo extranjero siempre que sus misiones sean secretas, y os recuerdo algo que alguna vez hemos comentado, pero que se recuerda poco y que la Casa Blanca siempre pueda tener la posibilidad de negar su implicación. <risa> Fíjate. Eso es la Cia nos cuenta con media Rosaientos, uno de nuestros oyentes, el Cristóbal. Eh, ha quedado un poquito claro hoy, Fernando que vives en un búnker. Nos hemos enterado, eh. Pues claro que sí. sí ¿Y sí, por qué sí. vamos a ocultarlo? Porque... Claro, claro, hasta ahora se podía ocultar, pero hoy ya no. Con los jamones. Está, está claro que nos iban a bombardear, o, <risa> no, o alguien no lo no tiene duda. Entonces yo me he en el búnker. Haces, haces como Chusla en Preave, te guardas ahí en el búnker los jamones y las cosas ricas. <risa> ahora, es curiosidad que hemos hablado de Israel, hemos hablado de Rusia, de España y, no, y la comunicación ha sido idéntica y ha sido más o menos buena ¿no? y hoy que hablo de la CIA vosotros me diréis está clarísimo está clarísimo, está un señor con la tijera ahí, está muy pendiente porque está muy ocupado muy ocupado en decir cosas de inyecciones y cosas así Fernando vamos a tirarte la manta ¿te parece? venga, vamos allá Hemos hablado aquí ya en alguna ocasión de cómo el espionaje chino y el norteamericano andan a la gresca. Ayer también andaban a la gresca, porque el espionaje chino en los Estados Unidos viene de lejos, Fernando. Pues sí, el espionaje tiene muchos ca más campos estratégicos de lo que podemos imaginarnos. Muchos espías siempre se han dedicado a buscar en otros países ...las tecnologías que les falta para robarla... ...y permitir que su propio país avance con una rapidez impensable... ...si se hubiera atendido a los trabajos de sus propios investigadores y científicos... ...tras la segunda guerra mundial... ...la URSS fue un país muy agresivo... ...para conseguir ponerse a nivel de Estados Unidos... ...en el desarrollo del arma atómica... ...y de todos los avances relacionados con la ciencia... ...siguen a ese empeño... ...pero desde hace años hay otro bandido... ...buscando ganar la carrera tecnológica... ...por medio del espionaje. China. El FBI, encargado de la contrainteligencia... ...en el interior de Estados Unidos... ...lleva años descubriendo casos... ...en los que ciudadanos chinos... ...o descendientes de chinos... ...con destacados estudios... ...se apuntan a universidades estadounidenses... ...con el objetivo de participar... ...en proyectos punteros... ...que luego filtran a sus servicios secretos... ...o, de una manera más sencilla... Les permiten, cuando regresan a su país, montar empresas financiadas por su gobierno para, partiendo de los estudios que han robado, seguir desarrollándolos allí. Eso sí, en los proyectos originarios, la financiación procedía del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El pasado mes de enero se descubrió un novedoso caso que ha sorprendido al propio FBI. Detuvieron a Charles Lieber, jefe del Departamento de Química de la Universidad de Harvard, Un reconocido catedrático de 60 años estadounidense de pura cepa al que habían autorizado a colaborar con los chinos en el desarrollo de un laboratorio en Wuhan. En Harvard consiguió éxitos increíbles en la nanociencia, como la creación, por ejemplo, de diminutos cables miles de veces más enanos que un pelo. Eso sí, gracias a los 15 millones de dólares del Instituto de Salud y el Departamento de Defensa desde el año anterior. 2008. Mientras trabajaba en estos avances, este hombre, supuestamente íntegro, decidió convertirse en informador de los chinos dentro del denominado Plan de los Mil Talentos, en el que señalaba a las eminencias estadounidenses y del mundo en muchísimos campos científicos. Algo ya de por sí legal, a lo que sumaba un sueldo del gobierno chino de la fliolera cifra de atención mil dólares al año. Su gran pecado, que le llevó a ser detenido a finales del pasado enero, fue ocultar este doble juego que se traía entre manos desde hacía tiempo. Y que hace suponer a los mandos del contraespionaje que sin ser chino había decidido enriquecerse vendiendo sus descubrimientos sufragados por Estados Unidos a los chinos. ¿Sabéis qué os digo? Que los chinos podrán hacerse los locos. Pero Charles Lieber tiene un problema. Fernando Rueda, aunque queda Un poquito, tenemos que aguantar unas semanas más, eh, pero ya sabemos eh, que queda un poquito menos eh, para verte. Fernando, lo estamos deseando. ¿eh? Ya y yo estoy deseando estar, estar ahí, a, aparte de los ataques de la CIA estoy deseando estar sí. bueno, ahí con vosotros. Eso siempre van a estar, eh. El, el, oye en el en el burger habrá whisky también, ¿no? En el burger. Eh, no, en el burger no, en el búnker. En el burger creo que no, eh. <risa> eso sería lo último. Te, ¿Te vienes, te, te vienes al burger a tomar un whisky. <risa> hacer el del burger, eso no sería mala idea. Bueno, sí, vale, pues bien. nada, te traes algo, eh, la próxima vez que ya es estemos bien. todos juntos. No, no, no, que os debo dos libros eh, que quedamos al principio de destrucción masiva para que soltemos. Y luego además llevaré una hamburguesa para cada uno. Fernando Rueda, <risa> mil gracias un abrazo. Un abrazo fuerte, chao. chao. Hasta luego. En onda cero, La Rosa de los Vientos dime razones para marcar la casilla 106 actividades de interés social en la declaración de la renta eh, no te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos ayudas el doble, ¿vale? y ahora para no marcarla eh, tienes un millón de razones para marcar la X solidaria ninguna para no hacerlo revisa tu renta y márcala el círculo secreto bueno, And love has been lost And you fall to the ground son unos tipos eh, raros, muy raros, creen en algo, pero son discretos. son absolutamente discretos. Es una de las religiones extremas y discretas que existen en los Estados Unidos. Un culto desde luego. ...misterioso... ...sobre el que vamos a hablar esta noche... ...aquí, en el Círculo Secreto... ...con Juan José Chezoro ...muy buenos, ¿qué tal Juanjo? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Quiénes hoy? son? ¿Quiénes son? ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, estamos hablando de lo, del, del jasidismo... ...de una comunidad, como tú decías, de judíos ortodoxos... ...que vive en la Gran Manzana... ...vive en Nueva York, concretamente en Brooklyn y que tienen medio barrio bajo su dominio, formando ahí una extraña comunda, y realmente como una especie casi de, de, de microcosmos único y personal, eh, repleto de rituales, repleto de, de normas estrictas, y que a veces, claro, está chocando bastante con, con el entorno. Y también hay una serie de televisión sobre ellos, sobre estos personajes. Vamos a recordar un poquito un corte de esta serie. De not is er? I I come from many roads. <laughs> the many boys? And done to my the My family just cares that I'm a good wife and mother. <laughs> I had to get as far as possible from my community. Juan José Chizorro son los unorthodox, ¿no? Más o menos. Sí, unorthodox. ¿Sí? Son, son, pues es, vale, bueno, es la revista... Es, esos, <ríe> esos, los, sí, unos, no, es, los unos que no son los otros, son los unos, ¿no? <ríe> sí, es una, una serie que, bueno, una de las plataformas ahora mismo que estamos consumiendo tanto tanta televisión por, por cable, ¿no? por red pues pues ahora mismo se ha puesto muy de moda, es una serie muy cortita de cuatro episodios pero absolutamente sorprendente porque yo creo que es una experiencia inmersiva eh, impresionante, muy muy súbita dentro de lo que es esta, esta comunidad de, de judíos ortodoxos y que narra, pues se puede contar porque vamos, es desde el principio así y además está inspirada en un hecho real, narra la huida de una mujer una mujer que está casada, que forma parte desde su nacimiento de esta comunidad de judíos Y sin embargo, pues bueno, se narra esa fuga, esa salida de la comunidad y cómo vive esa experiencia. Entonces realmente, bueno, muy, no sé, es muy, muy sorprendente, es muy llamativa la serie. ¿Y cómo viven ellos? ¿Cuál es el estilo de vida de estos eh, personajes? Bueno, es, estos son una comunidad dentro de lo que es el judaísmo, que realmente hay una pluralidad enorme de, de formas de entender el, el judaísmo. Estos son los que se les reconoce muy fácilmente cuando vemos algunas imágenes de Nueva York como esas personas que visten como una indumentaria que parece de otra época, parece sacada del siglo XVIII, una indumentaria oscura. Llevan sus características barbas eh, bastante largas y sobre todo esos tirabuzones que, que les cuelgan ¿no? de, la, de las patillas y luego también unos vistosos sombreros Eh, que a veces son eh, como de, de, de, de una determinada ala pero luego también hay otros que recuerdan que son como más ceremoniales, más distinguidos que recuerdan también a los típicos sombreros rusos ¿Y por qué visten Entonces, así, Juanjo? Bueno, eh, eh, la, la historia de la, de la vestimenta es, eh, bueno, obedece a los diferentes motivos eh, se habla que, por ejemplo, ellos están que, huyendo Juanjo, no es muy diferente la indumentaria el ropaje que llevan los otros judíos ortodoxos Sí, bueno, es que, es que son, son, de la misma, son del mismo grupo, de la misma corriente dentro del judaísmo, porque es el, lo que se denomina el jasidismo, son judíos eh, jasídicos, y esta comunidad la tienes tanto en, en Nueva York como la tienes también en, pues, en, en Jerusalén, la tienes también, por ejemplo, en México, o sea, están en diferentes lugares, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, eh, la serie está centrada en este barrio de Nueva York, que lo, nos puede sorprender quizás, porque claro... Nueva York como que es la, una de las capitales, vamos a decir así, no oficiales del mundo, que es absolutamente cosmopolita. Eh, también es, ahí se han difundido muchísimas libertades, cuna del progresismo, y de pronto te encuentras... ...una comunidad muy estricta, muy disciplinada... ...muy integrista en, en su pensamiento... ...y que además una de las formas que tiene de marcar su seña de identidad... ...y, de, y porque ellos se consideran guardianes del judaísmo... ...de, de un, un judaísmo esencial... ...y, eh, y porque consideran también que, que han estado en peligro de extinción... ¿no? El, ...el último gran golpe lo tuvieron con el holocausto... ...y entonces una de las formas que tienen ellos de defender su seña de identidad... ...de distinguirse del exterior... ...es justamente a través de la indumentaria... El, ...es cierto que luego dentro de esos elementos... ...de la indumentaria, eh, no se sabe muy bien a por qué, hay, por ejemplo, el, el tema del gorro que os comentaba, este este gorro que recuerda mucho a los sombreros para abrigarse del frío rusos, pues eh, no está muy claro cuál es el origen, hay diferentes leyendas, unos dicen que precisamente se les obligó a vestir de esta determinada manera para que, obligarles a que se integraran dentro de la población occidental, porque originalmente estos judíos no nacen en, en Nueva York, como os podéis imaginar, sino que proceden del centro de Europa... Eh, con, con, con diferente, a través de las diferentes persecuciones, del antisemitismo y sobre todo en la última gran estocada que fue el holocausto emigraron a Nueva York pero en su lugar, digamos, donde han estado habitando durante mucho más tiempo en esos lugares de centro Europa desde Polonia, Rusia, Lituania, eh, Alemania, Polonia pues ahí eh, ha habido momentos en los que se les ha intentado integrar a la fuerza entonces hay como una especie de leyenda que dice que un determinado mandatario les obligó a vestirse así, y ellos, lejos de, de tomarlo como una especie de estigma, como algo que realmente era algo vejatorio, lo llevaron, lo convirtieron en signo de identidad, sobre todo cuando en un momento dado cambiaron luego las costumbres de la población de alrededor, eh, abandonaron ese tipo de vestimenta, y ellos se mantuvieron fieles a la misma, como de una forma como de arcaísmo, como una manera de huir de la modernidad, porque ellos... Tienen una gran repulsa a todo lo que es lo moderno porque creen que, que en cierta forma, les, les va a disolver, ¿no? Les va, les va a... A, van a, a contaminar, ¿no? Claro, exactamente. Eso es. ¿Y la, la tecnología eh, en ellos? Eh, ¿Qué tipo de relación tienen con la cultura... Eh, con la música, con las redes sociales, eh, tienen a lo mejor eh, un grupo que sí puede tener, otro grupo no, luego hablamos de las mujeres, pero o, o viven totalmente apartados a todo eso. Bueno, fíjate, en el caso, por ejemplo, de, de Nueva York, que por eso digo que, que llama y que tienen, llama mucho la atención y tienen distintas fricciones, es un auténtico mmm, micromundo. ¿no? Ellos tienen su propio sistema educativo, Eh, hasta el punto de que prácticamente no eh, aprenden inglés eh, ya bastante mayores o tienen un programa educativo de, de contenidos absolutamente también propio, no les preocupa demasiado por ejemplo que hablan, al... perdona, bueno lo, lo, lo has escuchado en, la, en el corte sí. eso no era inglés es ellos es... hablan yidis. ¿Ah, Hablan sí? yidis, que es una mezcla Ay, de... de Viquiris, ¿no? <risa> sí. Bueno, eso, mira, eso es otro, otra otra etimología muy española. Pero, pero el, el, el yidis es la antigua lengua alemana que hablaban en, cuando, en este lugar que os comento de Centro Europa, Ajá. mezclada también con eh, palabras en hebreo. Entonces, esa, esa fusión de lenguas, que sería como nosotros cuando hablamos del spanglish, ¿no? pues sí. esa fusión la han mantenido como, síntoma de, como signo de identidad. Eh, hay que tener en cuenta que los judíos... No han tenido patria hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando han recuperado su estado. Y lo interesante es que, claro, ¿cuál era entonces la patria, el país de los judíos? La memoria, el recuerdo. Era, era continuamente evocar el pasado y mantenerse fieles a partir de una serie de prácticas de signo de identidad. Uno de ellos era la lengua. Y entonces, cuando se les ha intentado disolver en otros contextos, como cuando han llegado, por ejemplo, a Estados Unidos... Ellos se mantienen fieles a la comunicación en ese lenguaje y es cierto que, que, en principio, no necesitan nada del exterior. Ellos trabajan ahí, dentro de esa comunidad. Eh, claro, están potenciando mucho la natalidad. ¿Pero de qué trabajan? Eh, ¿De qué trabajan? Pues tienen, tienen eh, negocios propios, eh, negocios normales. O sea, estamos hablando de, de pues, zapatería, o sea, lo que eso es ultramarinos, todo lo que te puedes imaginar así cotidiano. Y luego también sí que es cierto que parte de, de, de esta comunidad... Se maneja dentro de lo que es el tema de las joyerías, de los diamantes, ahí es donde saca también bastante capital. Y luego también negocios inmobiliarios. También tienen ahí bastante alquiler de viviendas en, esa, en ese barrio y con todo eso bueno, pues se van, eh, van recibiendo ingresos. Ahora bien, es insuficiente porque la comunidad que ahora mismo hay ahí en este barrio de, de Brooklyn, en Williamsburg, eh, ronda en torno a unos mil habitantes y viven también de buena parte de las ayudas del Estado porque también tienen unos ingresos muy bajos, la mayoría de ellos, tienen una alta tasa de natalidad, como os decía, ronda en torno entre cinco y ocho hijos por familia, ¡Joder! y ellos además buscan, claro, es que buscan de alguna forma como compensar todas las víctimas que tuvieron del holocausto. Sí, sí, y al sí. mismo tiempo garantizarse la, la permanencia de... Ellos se consideran los celosos guardianes del judaísmo, entonces ellos quieren garantizarse que, que la rama judía exista, frente a lo que ellos consideran que también otros sectores del judaísmo lo están traicionando y ellos están preparándose para que venga el Mesías, ¿no? claro, Entonces fíjate se que forma son una son, comunidad muy curiosa, sí. son un poquito eh, tradicionalistas, eh, son un poquito anticuados, son, son un poco personajes un poco de otro tiempo, pero sin embargo están en contra de Israel o claro, no es que representan eh, la línea mayoritaria en Israel, son antisionistas Claro, esto fíjate que es una cosa que nos llama la atención, porque estos que estamos hablando de Nueva York nos pueden decir, bueno, podemos entenderlo, pero es que los que están, que forman, son iguales, son judíos jasídicos de diferentes corrientes, que también están en Jerusalén, que también están en Israel, son antisionistas. Es decir, el sionismo lo que defiende es la instauración, que lo, lo consiguieron, del de Estado de Israel. Luego ya lo que está en duda es cuáles son los límites que puede tener, ¿no? las fronteras, que es mm, ese problema que tienen con los palestinos. Pero, sin embargo, esta, esta comunidad está en contra de la existencia del Estado de Israel. Es más, eh, esta comunidad de Nueva York, algunos de sus líderes en los años 60, dijo que el Estado de Israel era una, una construcción de Satanás. Porque, eh, sí, porque consideran que, eh, lo que, lo que el único que puede instaurar el Estado de Israel es el Mesías. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que en los años cuando se instaura el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha ocurrido es una usurpación. Es más, seguramente, bajo el punto de vista de estos eh, judíos jasídicos, el Estado de Israel está ralentizando la llegada del Mesías. Y hasta que no se destruya el Estado de Israel y venga el Mesías a restaurarlo, no vendrá finalmente la liberación del pueblo y por lo tanto ya la, la, la salvación, ¿no?, al final de los tiempos. ¿Y cuál es el origen del, del jasidismo? Eh, eh, ¿Quién lo fundó creía desde un principio en esto que estás contando? Claro, esto también es... Eh, hay que tener en cuenta que el jasidismo es una corriente que nace eh, más o menos en torno al siglo XVIII, cuando lo que está dominando en el judaísmo de la época es una concepción como muy intelectual de lo, del judaísmo, ¿no?, de, de la manera de aproximarse a Yahvé. Es como muy erudita, como muy pegada a los, a los textos. Tienes que tener un gran nivel intelectual para, ver, para afrontarte en esto. Y entonces, claro, ese judaísmo estaba dejando de lado un montón de gente. Porque era un judaísmo muy de reflexión, muy filosófico, muy especulativo. Bueno, pues el fundador de, del jasidismo, que es, es Israel Ben-Eliezer, lo que hace es que justamente es un poco todo lo contrario. Quiere hacer un judaísmo más emotivo, un judaísmo que, que defienda más digamos, el corazón Que, que la razón, y eh, eso va a hacer que, por ejemplo, va a introducir mucho el tema de la alegría. Por eso vais a ver muchas veces a este tipo de, de judíos ultraortodoxos como danzar, porque siempre todos sus rituales tienen que ver mucho con la danza, con el que introducen también la canción, eh, eh, eh, eh, odian la tristeza porque consideran que en un mundo que ha creado Yahvé no obtiene cabida, es como ofender a Dios si estás triste, y entonces ellos traen todo ese camino de, de las emociones del corazón por encima de la razón, y también es lo que va a hacer que se abra un montón de gente que se veía con el otro judaísmo más intelectual, más erudito, se veía como apartada. Entonces supone una gran renovación, y él mismo además va a tener una serie de episodios, este fundador, este rabino, Israel Benelecer, lo que va a hacer es, va a tener una serie de episodios bastante eh, importantes, porque estudiando también la cábala, Y va a tener la aparición de un profeta que, supuestamente pues, hace dos mm, mil años, había enseñado también a, a Elías eh, grandes conocimientos y le va, en esa aparición le va a ser revelado cuál es el secreto mm, de la cábala, los grandes secretos de la Torá. Y eso, eh, dentro de esos secretos son este nuevo enfoque de vivir el judaísmo que le va a llevar hasta el punto de que se van a declarar a los, el jasidismo va a estar un tiempo como que va a estar declarado herético. Y sin embargo luego con el paso del tiempo van a, conseguirse, van a conseguir como reconciliarse con el resto del judaísmo, sobre todo cuando tienen que hacer como frente como una especie de enemigo común, que es como la ilustración, que es el, el positivismo, que es el mundo de la razón, ¿no? Ahí es cuando se vuelven a encontrar las diferentes corrientes judías porque entienden que se tienen que defender de una amenaza externa como es el avance de lo que luego ha sido el conocimiento científico, ¿no? Y, y atención, una cosa muy importante que vamos a conocer ahora. Si estos eh, personajes son desconocidos, más lo es este hecho. El hecho es el siguiente. En España existen fábricas que exportan productos que ellos eh, consumen y se visten con ellos. Nosotros, nuestras empresas, los están vistiendo y están exportando cosas eh, para ellos, ¿no? Sí, fíjate, hablamos antes de, de este gorro que os comentaba, que es muy, muy parecido a los gorros rusos, ¿no? que es aquí? el El streamer se, se fabrican muchísimo, se envían como unos 10.000 al año, sobre todo se envían a Israel, también otros lugares donde están estas comunidades, se facturan en torno a unos 700.000 euros, y es además un, te, tenéis que imaginar, este es un gorro que solamente lo pueden utilizar los varones casados y además en determinadas festividades, o sea que es realmente tiene, es como muy distinguido, es como muy elegante. Hay que utilizar determinadas colas de, de animales, de bisones, de martas, en un determinado número que también es simbólico, Y tiene, creo que eran como 42 procedimientos para poderlo fabricar. Porque todo está absolutamente ritualizado, ¿no? Todo tiene que estar hecho al, al milímetro porque se le considera como también una especie de indumentario de atuendo eh, bastante santo, ¿no? Entonces, sí, aquí en España se, se fabrica mucho. Y, bueno, pues es una, una curiosidad más, ¿no? Se, se, exporta, eh, se exporta y también es bastante caro, ¿eh? eh se suele costar entre 900 y 5.000 euros. Jolín, Jorge. Sí, sí, porque ya te digo, está hecho, puede estar hecho de piel a lo mejor de cola y a lo sí, mejor sí. de seis, siete visiones, Oye, ¿sabes? O sea, tú imagínate. Por cierto, también es muy importante en este tiempo, sabemos que Nueva York es la ciudad a nivel mundial más afectada por el coronavirus, eh, Manhattan, Brooklyn, Queens, bueno, ellos también tienen mucho que ver con este asunto, ¿no? Claro, como ellos viven en esta comunidad cerrada, eh, ellos desconfían mucho de todo lo que ocurre alrededor, ahora mismo además están sufriendo una enorme presión porque Brooklyn es un poco el, el distrito de, de Nueva York que se ha puesto de moda, y claro, hay una buena parte del barrio de Williamsburg que se ha liberado ya de las antiguas fábricas, porque esto era un barrio como muy humilde, era un barrio muy de factorías, muy de polígono industrial, pues ahora se ha liberado de toda esa parte y se ha puesto de moda, hay artistas, hay un montón de, de lugares para salir, y claro, imaginaros, Lo que es esa zona de Brooklyn comparado con esto que es como eh, viajar eh, al pasado, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ellos también desconfían de todo lo que tiene que ver un poco la, la medicina moderna. Eh, son antivacunas. Entonces, se detectó hace no mucho tiempo un importante foco de, de sarampión. Ahora tienen problemas con el coronavirus, pero no solamente eso. Por ejemplo, ellos quieren coger también su propia agua para determinadas... Para, para no utilizar el agua clorada, sino que quieren utilizar... Eh, otro tipo de, de, de agua que tienen incluso, que extraen de sus propios pozos. Joder, Entonces, claro, hay mucho... mucho claro, para, para hacer determinada, determinada... un poquito mal también, ¿no? Bueno, ellos, ellos siguen sus rituales, que como sabes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comida, con los tabúes alimentarios, con el coser, pues es muy estricto. Entonces han tenido problemas, por ejemplo, las panaderías para, para que les autoricen extraer agua de sus pozos directamente. Entonces tuvieron que llegar a una serie de, de acuerdos con el, con el gobierno, con el ayuntamiento. Incluso, por ejemplo, cuando han querido el ayuntamiento montar ...un carril bici también ellos se han opuesto... ...ellos también discriminan a las mujeres por sexo... Pues, que ...hombres y mujeres tienen que ir por separado... ...en los autobuses de línea... ...si tú no vas vestido con determinada indumentaria... ...no puedes entrar en sus tiendas... ...que eso también claro va contra determinados... ...derechos constitucionales de, de Estados Unidos... ...entonces hasta cierto punto también... Eh, eh, ...se ha convertido Williamsburg... ...en una especie de laboratorio social... ...para ver cómo se puede conciliar... ...el cosmopolismo de, de una democracia con las creencias, en este caso, tan integristas de, de una determinada comunidad religiosa. ¿Cuáles son las costumbres, Juanjo, desde pequeñitos? Dices que tienen su sistema educativo particular, pero eh, según va creciendo les inculcan una serie de costumbres y tradiciones muy, muy, muy muy extremas. Eh, el niño para unas determinadas cosas y la niña para unas determinadas cosas. Cuéntanos. Bueno, pues, bueno, lo que os comentaba, por ejemplo, yo no les preocupa demasiado la educación en el sentido, digamos, que podemos tener el resto, ¿no?, de, de ir a la universidad, de obtener un determinado puesto de trabajo, un triunfo. Ellos ya están bastante encarrilados eh, de, y luego dentro de eso hay una clara separación entre hombres y mujeres. Eh, las mujeres se si conciertan matrimonios, por ejemplo, eh, prácticamente ya cuando la mujer es fértil, eh, esos matrimonios concertados son... Eh, Eh, de, son también concertados eh, la mayoría de las veces por las familias los novios, no te digo que se conozcan en el momento del matrimonio pero digamos que, que no cuentan demasiado en, en muchas circunstancias sino que más bien son los padres los que, los que ajustan ese noviazgo y luego, claro eh, ¿Y es, muy, es muy pensábamos que era medieval ¿eh? bueno, es que eso ellos son el medievales claro, ellos lo son claro, sí, sí, claro. Es así, porque aquí también hay que tener en cuenta que en este tipo de comunidades siempre prima el conjunto por encima del individuo. Ellos están en una misión que supera a cada una de las personas. Porque la misión es trascendente. Ellos, como pueblo, han sufrido muchísimo, se han visto al borde de la extinción y, por lo tanto, esto es eh, una oportunidad de que, de que por encima... Ay... Eh, ¿Verdad, eh, Silvia, que estos eh, personajes recuerdan un poquito? Ese aislamiento que tienen recuerda un poquito... Son diferentes, eh, pero en el fondo son iguales eh, también a los amis de la película Único de Testigo. Gente sí. que vive apartada, que tiene sus costumbres, que se les respeta, que no se mete, pero quizás los amis generan ¿Qué? un poquito más de... No sé, se les simpatía, ve más, ¿no? más granjeros, sí. se les ve como más cercanos. Yo creo que incluso a la hora de hacer ese comercio de interacción con, con la población de la zona son un poquito más, más abiertos e incluso eh, si en algún momento dado alguien de la comunidad se va, yo creo que no sufre una persecución tan extrema o tan exhaustiva como si lo hace alguien de la comunidad eh, que, que estamos hablando, neoyorgina. Y fíjate que tienen también, parece un común denominador en este tipo de personajes, en este tipo de creencias. También una postura, nos estaba contando Juanjo, un poco contraria a la mujer. No, un poco no, bueno, un mucho. mucho, <ríe> mucho un mucho, sí. Un mucho, porque eh, la comunidad jasidista... Eh, prácticamente a la mujer pues eh, la tiene apartada. Eh, yo he visto varios capítulos de la, de la serie me falta ¿Ah, uno ¿sí? sí me falta uno y para leer tienen que ocultar, que leen, no les dejan que leer libros de la música tres cuartos de lo mismo, no les dejan practicar música antes decía canciones, pero claro tiene que ser unas canciones sí, de sí, lo claro. suyo sí, no que tú puedas escuchar la, la música que tú quieras o, sea, o puedas leer el libro que tú para quieras al mundo pero al mundo de ellos claro ver una película o, o ver la televisión libremente pues también mmm, prácticamente es imposible. Los hombres sí si tienen posibilidad de tener a lo mejor culturalmente o, o tienen más acceso a, a, al Talmud y a sus libros religiosos, pero es que incluso las mujeres en ese aspecto no, porque las mujeres, por lo visto, en el tiempo que son jovencitas y viven con la familia, tienen una mínima libertad. Pero cuando ya se casan con el marido, ya son absolutamente sumisas y eh, relacionadas para todo lo que tenga y tenga que decir el marido es la última palabra ellas ya es como que pierden su personalidad si sí, pues se pueden opinar de alguna cosa pero la última palabra la tiene él Juanjo eh, creo te hemos eh, perdido ¿sabes por qué te hemos per perdido? porque has puesto papel de aluminio en toda tu cocina como ellos hacen y claro has cortado la conexión sí bueno yo, yo creo que es que ha sido eso porque tenía pagado internet lo, lo he pagado hasta las dos y a las sí, dos ya sí. me lo cortaba y no me daba, <risa> claro. no me daba para más eh, entonces no el, bueno lo, lo de oye yo, que ellos lo hacían eh eso sí, sí es una de las cosas que también ha llamado la atención en la en la serie porque hay un momento dado en el que se ve toda la escena de la de la cocina de cubierta de papel aluminio ¿no? todo esto tiene, tiene que ver con la celebración de la Pascua judía de la Pesaj, que es eh, pues, bueno, la, la celebración donde ellos evocan todo lo que fue, se conmemora la salida del Éxodo, la, la salida de los hebreos de, de Egipto, todo lo que es ese, esa peregrinación por el, por el Sinaí durante 40 años hasta que llegan a la Tierra Prometida. Y en, una de las cosas que ocurría durante esa peregrinación era que el pan que podían comer en ese momento, según los textos bíblicos, pues os podéis imaginar que era un pan sin levadura, era un pan sin, sin fermentar, un pan ácimo. Entonces, eh, en conmemoración también de esos, de esas penurias que vivió el, el pueblo elegido durante ese tránsito hasta la Tierra Prometida, durante la semana, durante la Pascua eh, judía, tienen que comer también pan no fermentado. Pero hay que hacer una cuestión también, y es asegurarse de que en toda la casa no queda ni una sola miga del pan que durante el resto del año sí que toman, que es un pan con levadura. Entonces, tienen que hacer una limpieza profunda, garantizarse que no existe, como digo, ni la más mínima miga para no contaminar eh, y romper, por lo tanto, toda esa, esa prohibición, todo ese ritual estricto que tienen que vivir durante esos siete días y para asegurarse que realmente no hay opción a tocar ninguna de esas migas de pan fermentado, lo que hacen es que cubren eh, las cocinas, sobre, sobre todo porque, claro, es donde más posibilidad hay de que quede el más mínimo resquicio de ese pan, pues lo cubren con, con papel de aluminio o con otro tipo de envoltorio, como digo, común en el sentido porque... En este tipo de comunidades, también ocurre mucho en algunas religiones antiguas, hay una gran obsesión con el tema de lo puro y de lo impuro, de, de lo sucio y de lo limpio, de lo contaminado, casi por encima a veces de lo que es el pecado y la virtud. Y aquí en el caso de, del judaísmo, en este caso sobre todo tan, tan estricto, también aparece. Parece un poco, hay una metáfora de todo esto, hay un acto que ellos hacen mucho en los matrimonios, en las bodas, eh, lo celebran pisando y rompiendo un vaso. Sí, esto es, una, bueno, esto es una práctica no solamente de, de este tipo de, de judaísmo tan ortodoxo, sino que lo vemos en, en cualquier boda judía. ¿no? Y la verdad es que es muy interesante porque tiene diferentes eh, significados. Eh, uno de los, digamos, más eh, asentados, el, que, que procede de la Edad Media, este significado parece que se le dio entonces, es que cuando tú estás pisando y rompiendo ese vaso, lo que estás haciendo es conmemorar también, recordar, cuando se destruyó el, el Templo de Salomón que como sabemos bueno, pues todavía no está, no está reconstruido y que marcará precisamente la llegada también del final de los tiempos, la llegada del Mesías. Entonces, parece por lo tanto que se está reproduciendo ese hecho, también para demostrar pues, todas las, las penurias, como decíamos antes, ¿no? que, que ha sufrido este pueblo. Pero hay, como te digo, esta es una interpretación que parece que surge en la Edad Media, y eso indicaría que antes ya se hacía. Y parece que a lo mejor ahí tiene un sentido mágico, un sentido de que en muchas tradiciones, en la cultura popular, a veces hacer determinado estruendo o romper algo así con mucho estrépito, lo que hace es como eh, a, eh, provocar que huyan los malos espíritus, que, que espantar a los demonios. Entonces parece que cuando se rompía el vaso de esta manera, en una boda, lo que estabas haciendo era garantizarte que ese, que los contrayentes iban a tener una vida matrimonial pues muy próspera y eh, evitando cualquier amenaza invisible, De, de estos malos espíritus, ¿no? Y hay una tercera lectura que se ha hecho también de la ruptura de este, de este vaso, y es que, claro, estamos también en el momento nupcial. Eso supone en aquella época, y también en estas comunidades tan estrictas, que la mujer va a llegar virgen al matrimonio. estaría Claro, estaría sería la ruptura también de la virginidad durante la noche nupcial. ¿no? Entonces, Madre mía, estos... está, está para allá, ¿eh? Bueno, eh, es que, ya te digo, es que aquí, claro, la, la mujer tiene no. un papel subordinado, lo ha estado comentando Silvia, eh, importantísimo, ¿no? Porque aquí la mujer, incluso, fijaros, en esta comunidad no tanto, pero en otras parecidas, eh, nos encontramos que la mujer es la que trabaja, porque trabajar es como también lo más impuro. Joder. El hombre se dedica a rezar. ¿De y se dedica, Claro, se dedica a estudiar las sagradas estructuras, a tratar de captar, que es una tarea intelectual, Eh, muy noble bajo su punto de vista y, además, muy exigente, porque tienes que tratar de desentrañar cuál es el mensaje de Yahvé que ha dejado en las escrituras, porque hay una lectura literal de las escrituras, pero hay una lectura también esotérica de las escrituras, que solamente es accesible después de muchísimo trabajo. Entonces, también es una faena eh, muy grande el dedicarse ¿no? a, a, a esa labor, pero las mujeres hacen el otro tipo de trabajo, que es la casa, los niños, la educación... Y y encima trabajos... trabajan. A mí una, una cosa que me llamó mucho, mucho, yo creo que, que es bastante desconocido por, por el gran público y es el hecho que no sé qué simbólicamente, qué representa, ¿por qué nada más casarse la rapan a las mujeres? Ah, bueno, sí. Eso, eso también es propio quizás en esta, en esta comunidad, ¿eh? porque no ocurre, no ocurre en todas. Pero sí que, por ejemplo, lo que sí que está más extendido es que la mujer tiene que ocultar su cabello eh, después de que se ha casado porque se considera que es una especie de, de fuente de, de seducción, de, de erotismo, de tentación, y por lo tanto el cabello, igual que pasa en el mundo musulmán, o en determinadas comunidades del mundo musulmán, eh, resulta que solamente lo puede ver, el cabello solamente lo puede ver el esposo. Eh, nadie más lo puede ver. Por eso entonces lo que te encuentras es que o bien las mujeres, al igual que los hombres parece como que van vestidas de otra época, las mujeres también, Ajá. y no enseñan nada de, de la piel, el cabello siempre lo van a llevar o bien mm, envuelto en, en unos eh, grandes pañuelos, o también lo que hacen es que, como se ve también muy bien en la serie, se como tú dices, se la, se la rapa completamente y, se, y usan pelucas. Y entonces van con pelucas por la calle para no enseñar su, su cabello natural, que ya digo, es solamente de visión exclusiva del marido. Pero esto solamente después de que se casan. Joder. Antes lo pueden llevar perfectamente, lo pueden enseñar sin ningún problema. Están está un poquito para ese sitio. Y tienen que llevar fatal eso de tener a vista de, de ojo, porque ven directamente los rascacielos en de Nueva York, porque tienen a la Manhattan, tienen la capital del mundo, la parte más desarrollada y más tecnológica del planeta. Lo tienen que llevar muy mal, ¿no? Lo llevan muy mal, pero fíjate que también lo han convertido en un espacio eh, sagrado. Hay un aspecto que se ve muy bien en la serie al principio, pero como digo, es, es una serie como muy inmersiva que no explica demasiadas cosas. Si tú, tú te están impactando imágenes, hay cosas que, que de pronto dices, bueno, ¿esto qué, es, qué, va, qué va a significar o no? Pero justo la película arranca, o la serie arranca, con un cable, eh, que está que tú lo ves y dices, bueno, pues un cable como si fuera de una farola o algo por el estilo. Bueno, resulta que este es un es un cable que lo que hace es que delimita eh, el espacio dentro de la comunidad. Es como una especie de, vamos a decir así, una especie como de muro invisible, pero que es que está rodeando todo Manhattan, tiene como 30 kilómetros de longitud. Eh, ese es un es para marcar una, una especie de área, eh, vamos a decir así, sagrada, que se va a utilizar durante el sabbat que como bueno sabéis, el sabbat es eh, una fiesta muy especial que se celebra todas las semanas, se celebra los sábados, desde el viernes por la noche hasta eh, la, el crepúsculo también de, del sábado. Y lo que hace es que, claro, tú tienes ahí durante el sabato hay un montón de prohibiciones, ¿no? Que algunas son muy, muy chocantes, pero bueno, básicamente lo que tienen también prohibido es eh, hacer cualquier tipo de trabajo y, y solamente se les permiten hacer determinadas tareas dentro de la casa. Entonces, lo que han hecho con este cable es mm, como ampliar las zonas de la casa y así que tú puedas hacer determinadas tareas fuera del hogar siempre y cuando lo hagas dentro de este recinto. Entonces, el cable este, que claro, los neoyorquinos, la mayoría de los neoyorquinos ni lo ven, porque es como un cable como si fuera hilo de pescar, eh, rodea, circunvala, buena parte de Manhattan, como os digo. Eh, hay un rabino que lo revisa todos los jueves y luego, si encuentra que se ha roto en algún punto, lo tienen que restaurar. Y el mantenimiento de este cable a lo largo del, del año son unos 100.000 euros. O sea que es, es muy curioso porque, digo, están como santificando toda buena parte de lo que es la, la Gran Manzana. La, las mujeres, que antes hacíamos hincapié, pero es que es importante que lo señalemos, eh, en este tipo de comunidades, como está todo enfocado a tener muchos hijos, si por casualidad Eh, que son, no sé yo si hasta qué punto puede saber si es si el que tiene la culpa, supuesta culpa por no tener hijos es el marido o es ella, pero lo focalizan sobre ella y, y la, la machacan psicológicamente porque piensan que es una mujer defectuosa, porque se supone que para lo que tiene que servir ya no sirve. Eso por un lado. Y luego, eh, ¿hasta qué punto este tipo de, de comunidades, cuando un miembro se quiere salir de allí, le persiguen? Claro, mira, aquí hay, hay unas, unas cuestiones también, por ejemplo, sí que se admite el divorcio, el divorcio lo pueden reclamar tanto el hombre como la mujer, o sea que en ese sentido eh, se entiende que el vínculo matrimonial tiene que ser fructífero, ellos presumen, que aunque la mayoría de los matrimonios están concertados, pues que, que funcionan, es un poco lo que, lo que comentan. Eh, es cierto que, por ejemplo, sí que entienden que tiene que haber um, satisfacción sexual, entienden que es una celebra una celebración, Pero también buscan determinados momentos, por ejemplo, los viernes, eh, hacerlo, porque eso también tiene que ver el, con, con un momento eh, también sagrado. y entonces Joder, pues, es... El sábado no lo dedican a eso, ¿no? <risa> <Lo> el sábado, <risa> este no, lo hace, ¿no? sábado <risa> no se puede hacer nada, Bruno. Bueno, no eh, seas eh, pecador de la cadera Han, han conseguido, por ejemplo, que, que, que los sábados cierren los bancos y abran los domingos, para también <risa> el calendario laboral. Claro, verdad, están fatales, ¿eh? Claro, porque porque su, sus tiempos sagrados son distintos que, sí, que el sí. del resto del entorno, ¿no? Entonces, como digo, sí que buscan ¿eh? esa idea de que Sábado, tiene que haber... sabadete, <risa> hace esto, y domingo, dominguete, abre el banco, ¿no? Joder, claro. De verdad, están es fatales. ¿eh? No, pero, pero bueno, por eso digo que, que entonces la mujer tiene, tiene claro, de, desempeña ese papel de reproductor, pero se entiende que tiene que ser una celebración, y que, que es importante que también ella sienta placer. O sea, en ese sentido no niegan el placer, sino que además lo que sí que consideran es que si no se tienen los hijos como con placer, pues algo está fallando. Joder. O sea, que en ese sentido, claro, es decir, no es solamente, digamos, una obligación, sino que también es una especie de, de don de Dios, ¿no?, de, de celebración hacia Yahvé, porque aquí todo también está eh subordinado también a ese esa misión, como digo, común, que está por encima de cualquier placer individual, ¿no? Eso los... lo valoran. Sí. No, no, nada, nada. Eso. Digo <risa> que son los hasidistas eh nos dice Bernardo, Juanjo, eres el mejor. Es que es verdad, ¿eh? Estamos de acuerdo con él. <risa> bueno, <risa> vale, pues no sé. No sé, ya dile, dile que... No, dile, eh, no, no. Dile, dile a Bernardo que le, que le ingresaré lo que hemos acordado Bueno, de, hecho, de, de hecho, él tiene para la próxima sí, visita... Y lo cogerán domingo, mañana es domingo No, Era... no, Bruno ah, abre el banco, la, aquí. la próxima visita, que venga ya cuando todo se calme, va a venir eh, Juanjo con el gorrito y los tirabuzones de rojas el, el gorrito el gorrito no sé Ahora te digo yo que la, las greñas que tengo ya, como no abran las peluquerías Sí, es verdad, es verdad. Parezco, a punto de parecer la niña de The Ring cuando se del pozo y de la, de la televisión así estoy bien. hay que contar la gente cómo está por, eh, porque hay algunos hombres que nos crecen mucho por los lados y arriba crece poquito y ¿se gasta una cantidad de gomina para bajar sí. un poquito lo que hay A de las yo, yo creo oh. que, que ahora mismo la imaginación de muchas personas ha desbordado con sí. lo que acabas de Bueno, es que, Bruno, ya sabes, ya sabes que los hombres con la edad tenemos el, la misma cantidad de pelo que teníamos de joven, pero distribuido en otros. Exacto, lugar. exacto. <risas> ¡Jojo, mil gracias! Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.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 los vientos en lo dicho ha comenzado a las 12 y va a estar con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada he tenido ya algunos contenidos muy importantes pero quedan todavía muchas cosas por delante os recordamos en la página web onda 0.es onda 0es la sección dedicada a la rosa los vientos también el correo electrónico rosa arroba rosa.vintos@onda0.es rosa.vintos@onda0.es y por supuesto durante toda la semana y también indiscutiblemente durante el programa nuestra etiqueta almodía rosaventos en Twitter almodía rosaventos Y ahora en unos instantes eh, nos vamos a conocer algo más sobre brujería en la Edad Media, Inquisición en Canarias, la brujería perseguida por la Inquisición en Canarias, pero antes nuevas pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche Bueno, record... son pistas que dicen... Recordamos que es un grupo español, que tiene canciones que son auténticos signos de referencia que las letras están inspiradas en vivencias personales y que además de conocerse Siendo jóvenes, los miembros del grupo, pues está solo formado por chicos, no hay chicas. Y aquí va la tercera pista para que, pues, adivinéis cuál de las tres opciones que os damos es la correcta. ¿Quién puede ser si su primer álbum fueron, o fue el primer álbum, fue de canciones instrumentales? Las opciones que os damos son Antonio Vega, el sitio de mi recreo. Duodinámico Resistiré a Celtas Cortos 20 de abril. ¿Qué grupo cantante es Antonio Vega Duodinámico Celtas Cortos? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo a Y si lo hacéis en Twitter, con almohadilla rosa.vientos, nos decís quién puede ser y entre todos, uno de vosotros, será el elegido de esta noche. Así que mucha suerte. Las 2 y 18 minutos, ahí continuamos. La rosa de los vientos en onda cero. Después de siglos de tanto esperar, se despertaron para regresar. Magia La Inquisición fue contra ellas. La Inquisición llegó a Canarias y también fue contra las brujas en Canarias. O las que denominaban como tal, evidentemente. Siempre que hablamos en de Canarias, hablamos en de ovnis, eh, pero caemos en el tópico. Es mucho más, insistimos, la Inquisición también llegó hasta allí. Vestidos negros nos cubren. Y siempre que hablamos de Canarias, hablamos con él, uno de los periodistas que más conoce estos temas y que mejor los cuenta. Es gran amigo nuestro, José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. En Canarias, ¿cómo están las afortunadas en estos días? Bueno, pues, hombre, con la tónica claro. que, que compartimos a nivel nacional, aunque, bueno, los datos, las cifras, la sensación parece más propicia, más favorable, pero, bueno, no deja de ser eh, preocupante y, y con un toque de incertidumbre, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos en común con, con el resto del territorio, ¿no? También allí menos, eh, pero podemos decir que, hablando de brujas, a ver sí. las Islas, ¿no? Sí, sí que las hubo. Lo que lo que también es cierto, Bruno, eh es que la, la Inquisición en Canarias pues tuvo una una dinámica de funcionamiento bastante más relajada, más laxa, posiblemente la distancia que había con territorio peninsular, el hecho de que eh, estar ya en Canarias pues significaba en, en muchas ocasiones para muchos colonos prácticamente una penalización pues hacía que, que las administraciones, y en este caso en concreto una institución como la Inquisición, pues eh, fuese más laxa, ¿no? O estuviese un poco más manga a la hora de procesar, no solo por brujería y hechicería, sino también por otro tipo de, de delitos que persiguieron con bastante más años ¿no? Pero si lo comparas con lo que ocurría en, en territorio peninsular o en otros puntos de, de Europa o de América, la, la Inquisición en Canarias se la tomó con bastante calma, Pero, no obstante, procesó a bastantes mujeres, las castigó, les puso pena, las, las eh, condenó al destierro, a vergüenza pública, y en muchas ocasiones arrancó esas confesiones también con la tortura. Y existió la Inquisición, pensamos en algo más eh, antiguo, erróneamente, porque existió hasta el siglo XIX, pero eso también pasó en la península. Sí, sí, parece que, de, que la Inquisición eh hubiese desaparecido en la Edad Media y la realidad es que estuvo ¿Qué, vigente... ¿Qué es pues, después Claro, de la claro, idea. claro, estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Es verdad que, que durante décadas estuvo vigente de forma ya prácticamente simbólica, cuando perdió el sentido eh, por el que fue creada, pero bueno, eh durante eh, los tres siglos, cuatro siglos en los que eh se mantuvo activa, pues ya sabemos que hicieron bastante bastante un bastante un desastre bastante grande que, que ha marcado su paso por la historia. En Canarias pues no fue una una excepción o los primeros procesos de por brujería en concreto arrancan el año 1499, una época bastante eh, temprana y tenemos episodios pues como tú decías hasta el siglo XIX, ¿no? Aunque el, el grueso de casos los 1200, casi 1300 casos de personas que fueron procesadas pues se concentran entre finales del siglo XV eh, y principios del siglo XVIII. Ahí es donde digamos que encontramos la mayor parte de la documentación, de los, de los procesos y de los episodios singulares de, de la brujería en Canarias. ¿Y en Canarias también se daba mucho la denuncia por envidia y que se aprovechaba ese caldo de cultivo que había contra las brujas? absolutamente Silvia yo creo que en la mayoría de las ocasiones las denuncias por por brujería o por hechicería abundaba más, o sea muchísimo más la, la denuncia por hechicería, eh realmente los casos puros, estrictamente solo por brujería, son seis de casi mil trescientos, o sea que no son muchos y después hay como una treintena de casos donde las mujeres, principalmente las mujeres, fueron acusadas de hechicería y de brujería al mismo tiempo. El resto es hechicería, pero en cualquiera de los casos, eh, evidentemente son las envidias, son las rencillas. También es el estigma de de la que es diferente de la mujer, en este caso que puede ser rebelde, que es separada, que es viuda, eh, que se ha mostrado en algunos casos independiente. Bueno, pues este tipo de, de comportamiento eran socialmente eh, tachados de, de de inmorales en ocasiones, y, y bueno, ya tenías, digamos, que la marca o el estigma para que en cuanto ocurriese cualquier acontecimiento que, que fuese susceptible de ser interpretado como producto de la magia o de la intervención demoníaca, bueno, pues para que ya fuese señalada como la como la culpable, y estos acontecimientos, eh, Silvia Bruno, podían ir desde que una cosecha, pues, no diese... El producto eh, esperado a que un animal del, del doméstico enfermara del ganado o a cosas un poco más graves como pudiese ser la enfermedad de alguien o el fallecimiento de un recién nacido, no es decir la horquilla de, de elementos por los que te podían acusar era muy amplia, pero si eras mujer eh, y encima tenías eh, vecinos o vecinas que te tuviesen algún tipo de envidia rencilla, rencor, pues ya tenías prácticamente todas las papeletas. Tú has escrito esta semana, en el diario de avisos en Canarias, has escrito un reportaje en donde hablas de varios casos, de varios casos de mujeres que fueron acusadas y juzgadas como brujas, acusadas por el entorno y juzgadas por la Inquisición. Mencionas algunos casos en concreto, porque hay bastante información. Mencionas, por ejemplo, el caso que es interesantísimo de María Hernández. Sí, sí. Bueno, María además tenía la característica... A añadida en Canarias, de que no era no era canaria, no era española, eh, era morisca. Por lo tanto, el que fuese de un, de, de otra raza, que fuese eh de, de territorio del continental africano, que pudiese ser eh, eh, incluso portuguesa, eh, que pudiese proceder de tier, criolla de tierras americanas en en siglos más recientes, pues eso ya te estigmatizaba doblemente, ¿no? Era la extraña, ¿no? la rara la que no compartía ciertas costumbres o tenía costumbres propias, entonces en el caso de ella ella fue eh, musulmana, además se convirtió al cristianismo ¿no? Eh, pero claro era viuda, tenía dos hijos eh, y se ganaba la, la vida en el en el municipio de Tel en Gran Canaria pues como podía ¿no? lo mismo pues como hacían muchas lavando o cosiendo o preparando de comer o en el caso de ella además pues recetando plantas medicinales o adivinando el futuro. Y, y bueno, pues, curiosamente, la, la, los mismos clientes eran quienes terminaban denunciando a estas mujeres o testificando contra ellas, ¿no? Eh, y en el año 1521... Que a lo, que a lo ¿no? mejor, según echaban las cartas, le decía algo que no le interesaba y dice, pues eso <ríe> sí. está por ti. Sí, a veces incluso, fíjate, se podía dar la circunstancia de que un hechizo amoroso no funcionase y, por lo tanto, eh, la manera de reclamar era denunciándola por poder eh, desarrollar este tipo de práctica cuando tú habías sido cliente, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor tú también tenías que haber sido procesado uh -huh. por haber ido a... a... Pero bueno, no se, no, no se penalizaba el que tú consumieras, sino el que fueses productor de estas cosas, ¿no? Y ella, pues, eh, la, la, la, la torturaron. Eh, además, la, la torturaron con un sistema que hemos visto mucho ahora en desgraciadamente en el cine y que refleja una realidad que sigue muy activa ¿no? que es con, con ese sistema de que te colocan eh, telas en, en, en el rostro, te lo cubren con telas y te van echando agua ¿no? Sí, sí. para que para Yo que no puedas retirar, todo eso ¿no? la Inquisición sí eso y estaba se sigue pero y se sigue usando desgraciadamente al final fue eh suelta y y bueno no, no corrió eh, o bueno, le, le prohibieron evidentemente que siguiese con ese tipo de prácticas... ...pero no, no no fue más, ¿no?, más allá de las torturas, ¿no? Otra persona, otra mujer que fue juzgada por la Inquisición... ...acusada de bruja fue María García... ...que incluso la acusaron de haber pactado con el demonio. Sí, este, este caso es quizás más grave, ¿no?, o, y, y más... Eh, eh, ...reúne todos los ingredientes de lo que hemos venido comentando hasta el momento, ¿no? En el caso de, de María García, eh, ella vivía en el municipio de Terror... ...también en Gran Canaria... Y es era una mujer que fue tachada de, de mal vivir, ¿no? Es decir, ella fue abandonada, fue repudiada por su por su marido, acusándola de que tenía un amante. Eh, por lo tanto, terminó siendo madre eh, eh, soltera porque mmm, se echó un novio, pero este novio, pues al final se casó con otra y, y quedó ese hijo ahí ilegítimo sin padre. Eh, y después se convirtió en, en alcahueta, ¿no? en celestina, ella bueno por resolvía los asuntos amorosos tanto a través de la magia como por medio de, de, de las negociaciones ¿no? de deslazar de unas parejas como otras no como, como hacen hoy en día algunos populares programas de televisión ¿no? sí. y y bueno eh la cuestión es que también pues eh, algunas clientas que no estaban satisfechas con sus servicios a las que les había realizado algunas pócimas, pues terminaron eh, denunciándola. Lo más grave, que, que le ocurrió a, a María García, es que además la acusaron de yu, de chupar niños, ¿no? Que es el vampirismo eh Ay, br brujeril, ¿no? Eh la, la acusaron sin, vamos, obviamente sin ningún tipo de pruebas, no puede haber pruebas de que una mujer eh vampirizar a un niño, pero Eh, lo que quiero decir es que nadie la había visto realmente, ¿no? O sea, nadie nadie se presentó diciendo que es que la vieron haciendo eso o la vieron merodeando por la casa, sino sencillamente, como era vecina de de, de los padres de, de la criatura que apareció eh, eh, muerta y como además pues se dedicaba a hacer sortilegio, pues era la candidata eh, ideal. Sin embargo, se llevaba muy bien, eh, así lo recogen los documentos de la Inquisición, con los padres de la víctima, ¿no? Eh, que, quienes declararon asombrados, que estaban asombrados de que ella pudiese ser la culpable, o sea, una cosa curiosísima, el caso es que fue eh, esta sí fue eh encontrada eh culpable, se la sometió a diferentes penitencias como la vergüenza pública, se la se le colocó, se la vistió con un batilongo, se le colocó una vela en la mano y un cucurucho, de esos, un gorro un típico gorro de las brujas, y se la sometió a vergüenza pública y después se se la condenó también a cinco años de destierro. ¿no? Nada más, ¿a donde la desterraron? Claro, esta es la particularidad que tenía Canarias, no que, porque Canarias era el lugar de destierro. Claro, exacto, es decir, por eso, cuando, cuando la desterraron llevaban... del destierro. Claro, la desterraron de las Islas Mayores, sí, de, de sí, lo que era claro. Tenerife, y Gran Canaria. Eh, se, cuando, por ejemplo, eras brujas en, en en una isla menor, pues la cosa se complicaba un poco más, porque <risa> ya, ya, claro, ya... A, a dónde una te, cueva a, ya, como mucho. A dónde te podían desterrar, y entonces se elegían las islas que podían estar más distantes, ¿no? Porque si estabas en Lanzarote, pues a lo mejor te desterraban al hierro o a la gobera, bueno, No, Por lo menos no las quemaban, ¿no? Las no, no hubo... No, no, la verdad es que por brujería en Canarias no se quemó a nadie, ¿no? Bueno. Eh, Pero le hicieron sí. cosas también muy malas. ¿eh? Por ejemplo, las Hombre, hicieron eh, con claro. también acusaron de bruja a esta mujer, a Francisca Báez. Sí, Francisca Báez es otro caso significativo. En, en este caso es, ocurre en Lanzarote, en el municipio de Teguise, que además tiene, tenía eh, sede sede permanente de la de la Santa Inquisición, con sus cárceles y sus cositas, y por ahí sigue el edificio. Y esta mujer, la verdad es que... Eh, pues, tuvo una vida de casi de película porque la la apresaron en la costa los piratas berberiscos y, y bueno finalmente fue liberada pero eh, digamos que que no le fue muy muy bien ¿no? Eh, a lo largo de la vida se dedicó a, a, al oficio de de lo que hoy sería una una yerbera o una curandera ¿no? A, a realizar pócimas, remedios tanto para la salud como para cuestiones un poco más Eh, emocionales o sentimentales y también se dedicaba a leer el futuro ¿no? con, con sistemas clásicos en muchos sitios y que en Canadá fueron muy populares como por ejemplo derretir eh, plomo ¿no? eh, eh, y ver qué tipo de forma iba adquiriendo o coger cagarrutas de, de camello de cabra lo que había o la materia prima que había ¿Sí? y también hacer lecturas a partir de, de este tipo de elementos. A esta mujer la desterraron a Madeira. Eh, fíjate, la, la, la enviaron pudieron enviarla lejos porque la encontraron finalmente también culpable y le ocurrió a lo que las, a las anteriores que también fue acusada por eh, clientes no Esto, o sea, podía ser sencillo que te acusasen porque además como la acusación era anónima pues mm, tú te presentabas, denunciabas y, y, y si aquello prosperaba pues eh, igual tenías que reafirmarte un poco más pero se podían presentar todo este tipo de de testimonio y, y podías contar lo que quisieses, no tenías que de, que demostrar que lo que estabas contando era verdad, sencillamente. Eh, tú lo contabas y era la, la, la acusada quien, desgraciadamente, tenía que demostrar que no había hecho eso, ¿no? Con lo cual, pues como decía Silvia al principio, como la la tuvieses cruzada, eh, pues lanzabas falsos testimonios y, y te podías perfectamente Eh, tumbar a descansar que ya la Inquisición se encargaba ¿no? de sacarte la confesión. Y un caso verdaderamente escandaloso y terrible es este, porque era una niña, Jerónima. Sí, sí, 10 años. Lo curioso de Jerónima Jerónima de la Vega, que nació en, en Tejeda, en la eh, bueno un lugar precioso de la isla de, de... Bueno, hoy es precioso, pues imagínate, en aquella época mm. tenía que ser bueno paradisiaco, ¿no? de la isla de Gran Canaria antes edad, pues, en el año 1795 es un caso, pues, de todos los que hemos nombrado, bastante reciente, ¿no? eh, La particularidad de este caso es que ella se confesó bruja. Claro, lo, lo ...paradójico es que el tribunal hiciese caso y abriese un un, un proceso, ¿no? porque la pobre pues era una criatura... Pero en los niña... expedientes, eh José uh... Gregorio eh, pone todo tipo de datos de la niña en este caso, al, al ser ella la confesa... Sí, sí, claro, claro, claro, claro sí, sí, sí, ella eh, describió que acudía a una especie de escuela de brujas, eh, dio nombres de otras eh, mujeres del pueblo que se supone que eran brujas, con lo cual metió un problema a a vecinas eh de, de su municipio y de municipios eh cercanos, pero bueno era era una niña ¿no? una niña que probablemente quizás pudo contemplar prácticas paganas oficios pues, bueno como los que hemos venido mencionando relacionados con la curación con con echarle la fortuna. Eh, pero bueno, ella ella decía acudir a estas escuelas de brujas, y entre otras cosas, que iba volando... A la acusaba de eso de, de volar, mm. lo típico, la sí. imagen típica, bueno, pues esta lo sí. tenía, ¿no? Sí, además ella ella misma decía que se convertía en hormiga, ¿no? Además, es decir, <risa> sí, claro, es, es una cuestión de tamaño, ¿verdad? ¿No? Eh, pero bueno, eh, las características de las brujas, obviamente incluía la la metamorfosis en animales ¿no? eh y en canales hay mucha casuística al respecto, lo que pasa es que que te puedas convertir en una hormiga, es algo muy singular de este caso, lo habitual, es que se pudiesen transformar en una mula, en un, en un camello, un gato, pues, en, no sé. que claro, era muy típico. Claro, claro, claro bueno, no sé, en un cerdo, en, en animales del ámbito doméstico, pero en una hormiga, bueno pues esto era lo que ella contaba. Eh, que además volaba, eh, participaban los aquilarres y, y bueno, el, el, aunque se abrió proceso, pues al final, con criterio, yo creo que, que con, con, con, alguien habría por ahí con sentido común, pues fue exculpada, eh, ¿no? O sea, no se tomó demasiado en cuenta lo que contaba porque además nadie fue a, a declarar contra ella, ¿no? Sí, que en esta cuestión no fue una denuncia, sino no que fue una autoinculpación, claro. O sea claro. que la imaginación de la niña que vería alguna cosa y, y ya se despegó. sí, de que se lo contó, eh, la historia comenzó porque se lo contó a, a, al cura, ¿no? Eh, imaginamos que no se lo habrá contado eh, bajo secreto de confesión, porque el cura fue el que el que se fue al tribunal, a contárselo al tribunal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo contaría como, una, como un juego, como una fantasía. Y al final, bueno, se abrió un proceso singular que nos permite estar hablando del hoy, pero que eh, no fue mayores, afortunadamente. Y afortunadamente existen investigadores que nos dan a conocer este tema dentro del mundo del ministerio Ocurren muchas cosas en Canarias y hubo un pasado riquísimo. Inquisición Brujas, José Gregorio. Es importante descubrir que no solo hay ovnis en Canarias, que hay muchas más cosas. Sí, es cierto. Hay muchísimos misterios, afortunadamente, eh, para los que intentamos y nos esforzamos en, en encontrar eh, respuestas y algunos de ellos, o bastantes de ellos, siguen sin estar resueltos. Así que, afortunadamente, tenemos un, un ecosistema eh, bastante rico en ese sentido. ¿no? Y, afortunadamente, hay personas como tú que nos lo cuentan. José Gregorio González, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, feliz noche. Gracias.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 hay algunos que no yo conozco gente que incluso lleva móviles del jurásico ¿eh? sí eh, mira en este programa Manuel Carvellal mira pues es pre presume mucho de llevar móvil del jurásico pues conozco a más de uno que lleva móvil del jurásico que no tiene ni internet ni nada solo sirve para hablar por teléfono y, y poco más y...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 La verdad es que eh, los eh, mensajes, eh, lo que viene, yo no estoy sé, en grupos, eh, pero los grupos son tremendos, son tremendos, hay una cantidad de información tremenda. Y estos días. Eh, y además que consumen que batería en el móvil, ¿eh? Mucha, pues, mucha porque sí, no, que se acaba la hasta grupo. un punto. Consumen datos que también cuestan un dinero, ¿eh? También, claro. Eh, es que los es una vídeos, trampa. las imágenes sí, sí, que sí, te sí. mandan, todos los 500 mensajes ahí. Lo y, que bueno, pasa es que ah, cuesta un dinero de otra forma.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 La rosa de los vientos con bruno cardeñosa. Respiraar para tan lejos como una Respirar un futuro esplendor. Cobramos lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor Tomar de las rentas, no rendirse al opresor Caminar, perdido sin temor Respirar y sacar la voz oh, La cara ve Podremos eh, conectar internet a la televisión A la nevera, a las persianas a las luces, a la cama. Cada vez que miro hacia el vacío. Le llaman que el, Internet de, de entrada, el, el, futuro, que el Internet de las Cosas. Es el futuro, el Internet de las Cosas. Esa es la cara A, pero también hay una cara B. Porque ¿qué pasaría si una de esas cosas... ¿Somos nosotros? Si son las personas las que se pueden conectar a Internet, si nuestro cerebro está conectado a la red y la red nos domina. Si eso es así, el futuro no es tan luminoso. Laura G. de Rivera ha escrito un reportaje sobre este asunto un reportaje que nos ha gustado e interesado mucho y está esta noche con nosotros Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Esa es la pregunta que nos podemos hacer ¿no? ¿qué pasaría si una de esas cosas? porque todo eso es el futuro es el avance, pero eh, todo nos lo tenemos que plantear dos veces, si una de esas cosas somos nosotros, si nosotros estaríamos... ¿Dispuestos a conectarnos a Internet? Claro, yo creo que aquí es eh, cuestión de sopesar los, los riesgos y los beneficios. Porque, bueno, como con todas las cosas que pasan con la, con la tecnología, eh, a lo mismo no es posible, pero sí sí están trabajando mucho en ello. Están hasta eh, Mark Zuckerberg, eh, el, el fundador de Facebook, pues dice que está trabajando en una herramienta para que solo compensarlo Eh, ...podamos introducir nuestros comentarios en Facebook, por ejemplo. Entonces, eh, ¿nos gustaría hacerlo? Yo creo que eso es una pregunta que a título individual nos deberíamos empezar a hacer... Eh, ...y también con conocimiento de causa, o sea, planteándonos también... Eh, ...esa comodidad de no tener que teclear un pensamiento. que contrapartida lleva? ¿Qué coste nos, nos supondría? Porque yo creo que una de las cosas que podría pasar... O que hay que hacer es que eh, se trabaja lo voluntario, eh, hay que convencer de que no se van a utilizar esos en datos eh, para algún malo, Es voluntario, pero, ojo, con un límite, ¿no? Claro, eh, sí, esto, a ver, esto no, no todavía no es una realidad. La sí, realidad, evidentemente, evidentemente. A la ciencia ficción, y se basa en que, bueno, si el cerebro funciona con impulsos nerviosos, eh, impulsos eléctricos, Eh, pues se pueden conectar de alguna manera las neuronas con, un, con circuitos, circuitos electrónicos como los que funcionan con, con los ordenadores y con internet y entonces que haya un intercambio de información un intercambio bidireccional, ya se han hecho algunos experimentos de los que hablamos en este reportaje de muy interesante unos pequeños experimentos demostrando que sí, o sea realmente puede haber una conversación entre cerebro y ordenador directamente sin, sin, sin teclado, sin ratón Eh, me preguntabas, eso, voluntaria, claro, eh, eh, para que haya esto tiene que haber a, algún algo implantado en el cerebro, algún chip o algunos electrodos que miden la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, por supuesto, es, esto debería ser voluntario. Ya si no fuera voluntario, seríamos como los como las redes a las que marcan con él. Sí, sí. sí. Eh, mira, eh, Laura, leemos eh, muchos sus reportajes, es eh, muy interesante, los eh, seguimos... Pero en este he leído una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo lo he apuntado, pero eh, que alguien podía dar las órdenes eh, a esto, esta tecnología un dictador le vendría estupenda. No necesitaría la propaganda, simplemente necesitaría nuestros cerebros eh, para meter una serie de ideas y de comportamientos. Claro, tú imagínate que te pudieras conectar a Internet. Eh, imagínate un, un, un teléfono móvil, lo que hacemos con nuestro smartphone, tan pequeñito, un microchip tan pequeño que hiciera las funciones de, de, de un smartphone y que fuera tan pequeño que lo pudiéramos insertar en el cerebro. De manera que al pensar, pues tú pudieras eh, abrir el navegador para ver cómo se lleva a un sitio, pudieras, pero claro, esto es un, este es un camino de dos direcciones, igual que nos pasa con, el, con los teléfonos móviles hoy, que tienen, son muy útiles, pero también pues a través del teléfono móvil nos pueden geolocalizar, saber dónde estamos eh ver los contenidos de nuestras búsquedas eh, en el buscador eh, es una forma un poco de, de intromisión en, en nuestro en las cosas que hacemos en nuestros pensamientos imagínate que ese teléfono móvil estuviera en tu cerebro y fueran tus pensamientos lo que está expuesto a que terceros lo, lo pudieran pudieran acceder a ello no eh, eh, pudieran por ejemplo igual que tú sabes que cuando Buscamos en Google, por ejemplo, busco casa para comprar. Pues de pronto, o, o me quiero ir de vacaciones a Cuba. Entonces de pronto nos vienen anuncios, ¿no? Nos pone publicidad en en el bu buscador de anuncios de viajes a Cuba. Bueno, o a donde sea. Imagínate que eso fuera en el cerebro. O sea, que directamente tú piensas que te quieres ir a, de vacaciones a donde sea y te empiezan a poner anuncios de, pues vete con esta agencia de viaje o, o vete a este hotel. Eso sería una locura, ¿no? Habría que limitarlo muchísimo. Evidentemente, esto que dices eh, puede pasar en el futuro, pero la, la tecnología, la perspectiva ya existe de que pueda pasar y no es una fantasía, sino que es una realidad. Es una realidad, uh, de, pero a un nivel muy básico. Por ejemplo, este reportaje empieza, a mí se me ocurrió hacerlo porque había es un, un ingeniero informático, es, un, es un, no, eh, ingeniero biomédico, perdón, joven que vive en Sudáfrica, es un chico joven pero bueno pues un cerebrito de chico entonces él ha, ha empezado a investigar esto y, y él lo hace un poco sus experimentos son muy básicos pero son un poco para empezar a demostrar hacia dónde podemos ir, él, él ha hecho una cosa muy básica pero que es interesante que es eh, con, conectaba electrodos en el, con un, un casco con electrodos que miden el electroencefalograma que, el e -E ¿no? que que nos pueden hacer si tenemos algún problema en el cerebro Bueno, pues él conectaba esto, eh, se ponía un casco en la cabeza que medía sus pulsos electromagnéticos de, de su cerebro. Y entonces, esto registraba, eh, movía un brazo, por ejemplo. Entonces, pues registraba que, eh, exactamente cuál era la medida de, del impulso electromagnético del cerebro al mover ese brazo. Y esta información iba al ordenador. De forma que, eh, a través del ordenador, y ese ordenador conectado a Internet, alguien en otra parte del mundo, a través de Internet, podía saber... Este chico se estaba moviendo el brazo derecho, el izquierdo, si lo movía rápido, despacio. Es algo muy básico, muy rudimentario. Y puede decir, ¿qué más nos da saber si alguien mueve un brazo o no? Pero claro, es como el inicio, ¿no? Igual que hay, puedes saber eso, pues puedes saber más información sobre, sobre la persona. No sé si me he explicado sí, con el... Sí, pe perfectamente. <risa> pero pienso, por ejemplo, cuando el cuerpo físico fallezca, ¿no? Eh, sí. En cierto modo, En cierto modo, lo que está en Internet, nosotros mismos, este donde esté es nuestra alma entre comillas pero es nuestra alma nuestro pensamiento eso se puede descargar y controlar y hacer revivir a la persona que ha fallecido sí verdad esto lo lo no, yo sí lo hemos visto en algún en algún reportaje este tema no es que dice que en realidad la, la persona que es la persona es, es solo su cerebro si es, si tú eres lo que piensas lo que tú eres es eh, tu cerebro el cerebro, el cerebro se podría convertir en un ¿Se podría en un microchip meter tus recuerdos, tus pensamientos y, y vivir así de esta manera? Pues no sé. Ya es como una cuestión que cada uno se puede plantear eh, convertirnos en una especie de Darth Vader como el de la guerra de las galaxias. O... ¿Y tú crees que lo que está pasando en estos días va a potenciar eh, ciertas cosas eh, que se puede hacer eh, con la tecnología porque no comprometen a nada y no contagian, sino que se pueden hacer, se pueden desarrollar y te puedes apuntar a ellas eh, libremente? ¿Y te puedes qué? Perdón. Apuntar a ellas libremente, ¿no? Sí. Hacerlas libremente. Sí, yo creo que ahora con, con el confinamiento estamos viviendo un, una saturación de tecnología. Yo no sé vosotros, no sé cómo lo, lo llevará la gente, pero yo me veo un poco saturada, desbordada. Yo tengo un hijo en, en secundaria que está todo el día puesto con sus clases online y, y, y aquí nos, nos va a hacer replantearnos muchas cosas. Por una parte, se puede hacer todo a través de de internet, se puede teletrabajar, se puede teleestudiar, pero, por otra parte, ¿qué peaje nos está cobrando eso? O sea, ¿cómo nos sienta hacer eso? A, a, a mi hijo de secundaria no le sienta nada bien dar eh, siete, seis, siete horas de clase online, por ejemplo, delante de una pantalla. ¿Qué, ¿A qué renunciamos? Renunciamos al contacto entre las personas. ¿Cómo, ¿Cómo nos va a afectar eso en la salud física y mental? Esto es una, una cosa muy interesante que habrá que... Habrá, que, um, habrá estudios seguramente que saldrán después de este confinamiento y a mí me parecerá muy interesante eh, verlos. Parece un poquito que vamos eh, al camino eh, porque esa tecnología existe, como decimos, o puede existir, pero ya estamos eh, viendo como todo puede ser un poquito virtual, eh, que podemos eh, vivir la vida sin movernos eh, de la mesa. Y sí. eso por un lado es un avance y por otro es un riesgo. Sí eh por otro es un reto porque no estamos preparados para para esto las, las personas pues eh internet es relativamente nuevo en el bueno relativamente nuevo no muy nuevo en el, en la evolución de la humanidad la humanidad lleva pues, llevamos una andadura muy larga y internet pues lleva apenas unas décadas entre nosotros no estamos preparados para esto yo yo creo que mm, mentalmente y físicamente no, nuestro cuerpo está preparado para moverse, para relacionarse, para... Y bueno, supondrá supondría un cambio muy grande, un reto. Y y luego también está un tema muy curioso, ya que sacas esto, es que es el tema de la privacidad. A mí cada vez más personas me están preguntando, personas que... Con tu código Fonti se puede saber todo de una persona. Claro, Claro. Cuanto más tiempo estás, si tú teletrabajas, si tú hablas con tu novio por Internet, si tú eh, todo lo haces por Internet, pues ese que todo es, todo lo que haces por Internet está expuesto ¿no? a, a, a ser visto o espiado por terceros. Y, y, y es curioso porque yo últimamente me han... Gente que nunca se había interesado por esto, gente que no trabaja en nada que tenga que ver con la tecnología y nada, pero me preguntan, oye, Y es verdad esto que me puede geolocalizar. Y es verdad esto. ¿Y cómo conocer para protegerme? La gente está empezando a, a plantearse muchas cosas. Y también una cosa que nos eh, podemos eh, plantear. El mes pasado leía un artículo tuyo en la misma revista y muy interesante. Leía un artículo sobre la genética de la pobreza. Esto va a incidir en. La diferencia entre ricos y pobres eh. va a abrir todavía más eh, la brecha porque unos tendrán acceso a Internet y otros no claro esto esto ya se está ya se está viendo ya está protestando los, los niños que están haciendo las clases online ahora pues claro hay, hay algunos que dicen nosotros no tenemos acceso a internet claro si eso lo vemos aquí, que no se va a ver a nivel mundial no que no se va a ver a nivel mundial exactamente exactamente y es como todo la todos los avances toda la tecnología abre la brecha no abren la brecha entre, entre quienes pueden pagarlo y quienes no Y eso que la tecnología no se iba a hacer libres, y luego nos estamos haciendo preguntas. Claro. So sobre si es que... esa buena, no la tecnología, sino, ojo, la aplicación de la tecnología. La tecnología claro sí. es ciencia, es, es estupenda, es el uso, ¿no? Sí, claro, la, la la, la, y, y la propiedad del conocimiento, yo creo que cada vez es, siempre ha sido importante quién, quién, quién es el dueño del conocimiento, pero... Yo creo que ahora cada vez más porque esto avanza muy rápido y quién sabe realmente cómo funciona la, por ejemplo la ingeniería genética, el, no sé la, la, las tecnologías de internet, la inteligencia artificial, quien, quien sabe cómo, cómo, funciona esto es quien puede, quien tiene el poder en realidad. Entonces, uh. estamos, avanza muy rápido y, y, los ciudadanos de a pie pues estamos un poco viendo las menid que Nos cuentan, nos dicen, pero mm, es, es, sim, el conocimiento está yo creo que marcando la brecha más grande que, que nunca en la humanidad, yo pienso. Una de las cosas eh, que he leído en tu reportaje es eh, lo de la transferencia de información. que sí. pueda pasar eso en el futuro? significa que eh, una persona puede informar a Internet e Internet también te puede informar a ti de algo? Eh, en el sí, claro. fondo eh, es una biblioteca abierta. Claro, esta es, esto sería una de las, de las posibles aplicaciones. Es como amplificar tu conocimiento, tu cerebro, tu... ser súper listo, porque yo no sé solamente lo que yo sé, yo sé lo que puedo mirar en cualquier momento en, en Internet. ¿no? Y eso sería un beneficio, pues a, amplificar los conocimientos que, que tenemos y la capacidad de almacenaje del cerebro. Imagínate, porque al final fin y al cabo pues es, es, es amplificar los Los bytes de información los que podemos guardar en el cerebro hay había un, hay un experimento que también me gustó mucho que es de bueno me gustó por lo interesante luego da un poquito de de repelús también pero bueno es es un, un ingeniero de, de la universidad de california que eh, reprodujo Tú sabes el hipocampo es la parte del cerebro donde se guardan es la donde se guardan los recuerdos entonces reprodujo en un chip un hipocampo. Y se lo introdujo a ratones y vio que funcionaba. Si funcionaba podía, eh, de alguna manera, reproducir la función del hipocampo original. Y bueno, pues sí, esto nos... Esto nos... ¿Y qué pasaría si nos pudiéramos implantar memoria más terabytes de información claro. en el cerebro? O quitarla, ponerla o... o quitarla. Claro. No, poner, ponerla quitarla bueno, lo de quitarla eso ya con las lobotomías eso ya se puede hacer sí, se sí, pone. sí eso ya se puede hacer de otra forma pero se puede hacer oye, <risa> una de las cosas uno de los riesgos y ya para finalizar el que tú presentabas en ese reportaje es sí. una expresión que se podrá hackear nuestro cerebro y nuestros pensamientos y esos ya son palabras mayores claro, eso ya son eso ya son palabras mayores Sí, porque ya es el colmo de la intromisión en la estamos viviendo ahora mismo una introvisión en la en nuestra privacidad, privacidad, nuestra intimidad tremenda. Todavía yo creo que no, no, no somos conscientes, pero o sea, ahora mismo que que sepan dónde estamos, porque to... nadie se separa de su móvil, en realidad el móvil ya sí. es como una prolongación de la mano, ¿no? Mm. Y entonces a través del móvil, aunque tú no lo lleves encendido, aunque no tengas ninguna app instalada, aunque no tengas puesto internet, a través de nuestro teléfono inteligente se puede localizar dónde estamos. Pero claro. saber dónde estamos. Pero tú imagínate eso, que no fuera el teléfono, que fuera dentro de, de nuestro un, un implante en el cerebro, ¿no? Que permite pues, saber dónde estás, saber qué haces, si estás despierto si estás dormido, si estás haciendo ejercicio, si estás sentado, si estás hablando, qué estás diciendo. Bueno, pues sería mmm, la, una intromisión en la, en la vida, en los pensamientos, tremenda. Bueno, Laura G. de Rivera, eh, eh, el, futuro, el futuro se está empezando a escribir lo que nos espera eh, en el mañana. Y más ahora después de esto. Un desarrollo eh, tecnológico enorme y no sabemos eh, si positivo o negativo. Nos eh, podemos eh, preguntar si... Uno se enchufaría, por cierto, Laura, una última cuestión. ¿Tú te enchufarías a Internet? No, yo, ¿No? yo de ninguna manera. Estamos libres, ¿no? Yo soy, yo soy muy escéptica, muy escéptica. Yo la tecnología la, o sea, la agradezco y la aprecio en lo que vale, pero yo sí tengo mi reserva. Sí. Laura, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. La pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba La daga Me mata Filuda La flama sin calma. Los estudios eh, sociológicos eh, Decían que Una cosa Pero Los estudios sociológicos Esos mismos estudios Hechos eh, por Internet Con información Que damos en Internet Son más válidos Confirman que fuera Internet Mentimos más Que en Internet Nos confesamos Absolutamente Sinceros El futuro Será virtual El futuro Será en Internet El futuro será la red. Y el futuro no lo escribiremos, nos lo escribirán. En Onda Cero, la rosa de los vientos. arroso de los vientos que ha comenzado esta noche a las 12 y está hasta las 4 de la madrugada. Nos queda todavía por delante Mundo Bizarro. Vamos a conocer algo más sobre la Costa de la muerte en Galicia, uno de los lugares más interesantes de Galicia y es una de las costas, uno de los lugares en donde se han producido a lo largo de la historia más, más naufragios. También vamos a tener El callejón con José Manuel Esquivano. Os vamos a hablar de películas sobre confinamiento y otras muchas cosas. Y vamos a tener con Javier Sevillano también esta noche señales en del fin del mundo. Pero antes resolvemos en la incógnita el personaje oculto de esta noche y el ganador Silvia Castasola. Ah, ya, ya, ya, qué habrá pasado. Bueno, a ver, recordamos. Los protagonistas de hoy son cantantes y grupos que además de comunicar muchísimo, pues que sus followers, el que son de distintas generaciones, pues les siguen. ¿Quién no ha escuchado durante toda esta pandemia esta canción? Pues sí, sí, sí, ¿quién le iba a decir al dúo dinámico que su canción resistirá se iba a convertir en el himno principal contra la pandemia del coronavirus? Cuando bueno, la... algunos nos hemos tapado los oídos, ¿eh? Ellos la grabaron en 1988 por primera vez. Tú imagínate lo que ha pasado. Años y años y años y mira tú por dónde se ha puesto de moda. Bueno, o al recordado Antonio Vega, que además de su inmortal La Chica de Ayer también en esta pandemia se está escuchando el sitio de mi recreo esto ya es otra cosa indiscutiblemente bueno hay que es respetar fantástico. los gustos para Hombre, todos pero Antonio Vega es mucho mejor que casi todos pero que son generaciones diferentes sí. claro nuestros padres son más de duodinámico y, y nosotros somos también. un poquito más de no nuestros sí. abuelos no bueno bueno Pues esta canción el sitio de me recreo también se ha convertido en un himno muy usado pues en promociones de televisión, en programas de tele de radio, bueno, en muchas cosas. Pero los protagonistas de hoy son niños. De, de 90. Y es que yo no me resisto, no me resisto a que esta semana, ya sabéis que se ha celebrado el 20 de abril. Bueno, los celtas cortos tienen mucho que ver con, con este programa, con el creador de la Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Pues quien no lo sepa, os recordaré, que un 20 de abril del 90, Cebrián iniciaba su carrera radiofónica y además esta canción, que la hemos escuchado miles de veces, nos inspira muchísimos sentimientos. Bueno, pues ahora los celtas cortos que están cumpliendo su trigésimo aniversario, o sea, 30 años ya con el grupo, han decidido dedicar esta canción a todos los trabajadores que están ahí currando, venga y venga dándolo todo durante la pandemia. Bueno, en noviembre va a lanzar un disco especial el grupo por esos 30 años y esta canción, la más emblemática de todas, el 20 de abril, la acaban de grabar en una versión, pues... Con un multitud de amigos está participando, que escuchamos, no sé si re, es, reconoceréis las voces, está Rosalén, está el Sevilla, está la cantante Amaral, está también el Gran Wyoming y hay componentes incluso de Mago de Oz. Bueno, pues nada, eh, yo les felicito, porque la verdad es que eh, ya digo que a mí me, me despiertan muchísimos sentimientos y este 20 de abril eh, también es otro himno a lo largo de generaciones y generaciones. Me vacío. Noche en la del turno? ¿Y quién, quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es en Twitter, Mario, con arroba mario las CQ. Así que, Mario, envíanos a rosa.vientos, arroba onda ceroes, que es nuestro correo electrónico, tu dirección, y te llegará, cuando todo esto acabe, un detalle del programa. Así que, enhorabuena, Mario. Me si vola, me bueno, hay que recordar, perdona, que se me olvida comentar una cosita y es que la letra de la canción está inspirada en una carta que Jesús Cifuentes enviaba a una amiga suya. O sea, que también va de sentimientos, por eso de las vivencias personales. Hasta pronto, si nos vemos. Sí las 3 y 13 minutos en eh, la resolventos Todavía continuamos muchos más contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siempre te ven respeto, mar. y asiente mar y O verde o argazo. Oceano azul y Nos Vamos a uno de los sitios más hermosos. Del mundo un paraíso en la tierra le llaman costa da morte O oh, apego da humedades Llévame a otros tempos, Os contos do meu pae otro apego da cocina sol por Polo Peirao. De gallego a gallego, como todos los gallegos, ha en otro sitio que no sea eh, Galicia. Evidentemente, es que es el gallego. Nuestro invitado, Javier García Blanco. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, Javier. Periodista, periodista, investigador, en viajero y la Costa de la muerte un poquito para ubicarnos eh, geográficamente y para decir, bueno, son muchos kilómetros evidentemente, pero más o menos, más o menos eh, podemos decir que está en la parte de Galicia en donde se juntan más o menos los dos mares, el Cantábrico y el Atlántico. Pues sí, más o menos de forma aproximada entre el Cabo Roncudo y el Cabo Finisterre, es una zona de faros eh, con muchos cabos y una zona... Pues de numerosos accidentes geográficos y un clima también bastante peculiar, bastante duro, lo que ha propiciado, pues bueno, que ha sido de, desgraciadamente celebre pues, por numerosos fra naufragios, el más reciente, el más famoso, el del Prestige, que todos tenemos en, en mente, pero ya desde épocas históricas, pues una tierra y eh, una zona de mar eh, pues, eh, que ha sido protagonista de, de desastres marítimos muy importantes y que sin duda pues acabó Eh, propiciando ese nombre de Costa de la Morte tan, tan llamativo y que, que nos da un poco la imagen de, de ese paisaje espectacular, pero a la vez eh, peligroso y, y difícil, ¿no? No es eh, casualidad eh, que se llame así porque estamos hablando de un sitio, de una zona que si se pudiera medir por kilómetro de longitud, es uno de los sitios en donde hay más barcos en sus eh, profundidades, eh, en donde han ocurrido más accidentes. Pues sí, porque de hecho, eh, si echamos cuentas, es una zona, esta zona concreta de Galicia, eh, acumula más casos de naufragios que, que el resto de la costa española, que es decir, mucho, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sobre todo ya en época histórica... Como o sea, decía, en, antes, en, sí. en esa esquinita, en esa esquinita ¿Eh? han ocurrido más accidentes y más catástrofes, hay más hay naufragios y más barcos hundidos que en el resto de España, que es un país con 4.000 kilómetros de costa. Bueno, pues este es el lugar en donde hay la negrura, nunca mejor dicho, la negrura de todo el resto de España. Uh -huh. En efecto, y, y bueno, pues como decía, aparte de esos eh, naufragios, de esos desastres de época histórica, eh, fue sobre todo en el siglo XIX cuando eh, se empieza a ser popularmente eh, famosa Eh, sobre todo entre los ingleses, porque fueron muchos los, los navíos ingleses, tanto comerciales, de pasajeros como de la Armada, que pues eh, tuvieron la desgracia de, de acabar allí sus días, ¿no? algunos de ellos pues con, con miles de muertos y ocupando muchísimas páginas eh, de la prensa de la época, y, y bueno pues dejando testimonio todavía, eh, que todavía puede contemplarse hoy, como puede ser el cementerio de, de los ingleses, que es un... ...un pequeño cementerio eh, que acoge los cuerpos los los tres, los cuerpos de los pocos eh, que se pudieron rescatar de, de uno de los eh, buques ingleses... ...que era el Serpent y, y que naufragó allí en 1870 y que está en, en la localidad de Camariñas... ¿no? Y, ...y por ejemplo en otra localidad cercana que es la de Lase también eh, junto a la iglesia... Hay eh, una lápida que, que dejó puesta el capitán de otro buque, eh, en la de Laida, en recuerdo a su mujer y a su hijo que, que fallecieron en otro de esos naufragios y, y que todavía puede visitarse hoy. Está ya muy degradada por el paso del tiempo y apenas se lee lo que pone allí, pero es otro de esos eh, testimonios que que, bueno, que ha permanecido además en el imaginario colectivo de la gente y de los habitantes de, de la Costa de la Morte. ¿Hay muchas leyendas por este tipo de, de cosas que han surgido, Javier? ¿Hay muchas leyendas unidas a las tradiciones un poco de la zona? Sí. Bueno, hay, en primer lugar hay un poco esa leyenda negra que ha acompañado a la zona por un poco de imán eh, de este tipo de desastres e incluso hay un poco de misterio en torno a cuál es el origen exacto de, de ese nombre, esa denominación de Costa de la Morte. Hay quien habla de una leyenda de época medieval, aunque parece que lo más eh, factible es que ese término surgiera ya a principios del de siglo XX en la prensa gallega de la época, y bueno, pues hay algunas leyendas, por ejemplo, en relación a este último caso que comentaba de, de Lache, de, de, del, del barco Adelaida, que naufragó allí, que está la lápida de dejada por el capitán de, de esa de, de esa embarcación y hay una leyenda que hablaba pues de, de espías de un tesoro escondido en el barco y que, y que bueno pues eh, dejó historias detrás de, de si hubo algo intencionado hay leyendas de ese tipo no hay no hay nada de tipo sobrenatural alrededor pero sí tenemos esas pequeñas historias que hablan sobre esos marinos y luego otras historias vinculadas, por ejemplo, con los raqueiros. Los raqueiros eran tradicionalmente esas personas que cuando había algún naufragio acudían enseguida eh, a intentar apropiarse o, o aprovechar restos de, de ese naufragio, ¿no? de, de la carga que pudieran llevar eh, los barcos. Aunque hay que decir eh, que en la mayor parte de los casos los vecinos de la Costa de la Morte, tanto del siglo XIX como posteriormente, siempre han destacado por ayudar a los náufragos, por auxiliarles y, y de hecho, hay muchas crónicas de, de los náufragos ingleses agradeciendo eh, el comportamiento y la ayuda que prestaban los vecinos de la zona. Una de las cosas que me ha llamado la atención, que lo he leído en tus artículos, es el hecho de que en el lugar, en toda la zona Hay muchos eh, restos eh, prehistóricos, adólmenes y muchas otras cosas, eh, pero están mezclados con algo muy moderno, con los QR, por ejemplo. Eh, ¿Se combina lo antiguo y lo moderno, el pasado y el futuro? Uh -huh. Sí, bueno, hay varias localidades. Por ejemplo, la, la localidad de Ponteceso, que es donde está la casa natal de, de Eduardo Pondal, del, del poeta gallego. Hay un, varias rutas que están marcadas efectivamente con, con códigos QR, eh, señalando pues alguna de las zonas más llamativas, tanto a nivel paisajístico como de patrimonio, y bueno, entre ellas pues eso hay un sendero que, que se llama la Ruta Pondaliana, que precisamente señala esos lugares eh, que conoció y que recorrió el poeta, y hay otras que incluyen pues eh, hitos arqueológicos, como puede ser una, una piedra prehistórica, tallada, que se conoce como pedra de da serpe que es la piedra de la serpiente porque aparece pues precisamente una especie de serpiente alada que hoy en día está coronada con una cruz se piensa que para cristianizarla y que bueno pues podría tener un, un origen pagano pero son muchos otros los eh, los entornos y los enclaves arqueológicos como el dolmen de Don Bate, que también es un, una maravilla que tiene casi 6.000 años de antigüedad que es un, eh, un, un túmulo. Eh, megalítico, una tumba de corredor que bueno, pues, eh, se remonta ni más ni menos que al cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? es una, una auténtica maravilla que todavía puede verse hoy ¿Y se siguen haciendo algún tipo de, de creencias paganas combinadas m, por tradiciones me refiero ¿no? que se tenga todavía esos guiños de cariño a, combinadas con las tradiciones típicas religiosas católicas? Bueno sí en toda Galicia he sabido que en las tradiciones eh, tanto las creencias de tipo supersticioso como eh, creencias de origen pagano pues están muy presentes no y, y ese sincronismo actual con la con el culto católico pues eh, siempre se encuentra algún tipo de romería o algún tipo de, de creencia. Eh, que bueno que parece tener un pozo de, de, de origen pagano. ¿no? Es muy famoso en, en, la, en la zona de la Costa de la Morte, el santuario de la Virgen de la Barca la, de la Barca que está en Murcia, que es quizás una de las localidades más, más famosas. Y bueno, todo, todos esos lugares y todas esas festividades siempre tienen algún pequeño eh, elemento que podemos eh, relacionar o ...conectar de alguna forma con, con... cultos paganos, ¿no? ...más antiguos. Si tuviéramos que recomendar a alguien, por ejemplo... ...alguien nos escucha desde Madrid y dice... ...todo esto acabará y llegará un día en que... ...la gente pueda volver a viajar... ...y alguien dice... ...pues eh, quiero ir y quiero conocer... ...porque seguramente habrá antes de eh, turismo interior... ...que exterior. Uno de los lugares importantes a visitar en el futuro... ...va a ser este, la Costa de la Muerte. Eh, ¿Qué recomendarías a la gente... Eh, la la base que la tendría, ¿sea en a Coruña en la ciudad? Bueno que eh, sí quizás por por las mejor por conexiones eh, de comunicación tanto de carretera tren aeropuerto, etcétera es una buena mm, zona de partida y y luego una fantástica forma de conocer la zona es quizás hacer un recorrido que, que se conoce como el Camillo de los Aros, que es... ...pues el Camino de los Faros en castellano... ...que es una ruta de unos 200 kilómetros... ...que precisamente pues va siguiendo... ...las distintas eh, localidades que hay... En, ...en la Costa de la Morte, en el litoral... ...y pues eh, como bien dice su nombre... ...en relación a los faros que hay... ...repartidos por, por el territorio ¿no? ...eso nos va a permitir por un lado... ...disfrutar del paisaje fantástico que hay... Eh, ...en la Costa de la Morte... ...conocer también esos faros... ...que, que son algunos de pues auténticas joyas... ...de la arquitectura, de la ingeniería y con un pasado histórico detrás muy importante, y pues al mismo tiempo descubrir las localidades más próximas en las que, que va recorriendo esa ruta. Es una forma fantástica, como digo, de, de descubrir la zona. Eh, no podemos olvidar, eh, estando en Galicia, la gastronomía fantástica, mm. por ejemplo, en Corme. Eh, ah, también eh... se come ahí. Un poco solo, un poco. <ríe> un poquito, un poquito. Ah. <ríe> y Corme, como ¿Tiene digo... ¿Tiene pues, fama quizá... la comida gallega? Un poquito solo. Sí, un poquito. Bueno oye un punto más a favor ¿eh? sí, pues además para los mariscos la... pues por ejemplo hablando de marisco sí. eh, corme como decía eh, es precisamente muy famosa por los percebes sí, tiene sí, fama sí, de sí. tener los mejores percebes de toda galicia que ya es eh, mucho decir, lo que ¿no? quiere decir que tiene los mejores percebes del mundo De todo mundo, exactamente. Y además nos da la oportunidad de incluso poder conocer a uno de los percebeiros de esos valientes hombres de mar que se aventuran en para capturar ese manjar del mar, y, y que bueno, que se juegan la vida muchas veces. Hay, De hecho hay un monumento allí a los percebeiros y, y bueno, también hay numerosas, como en todos los pueblos de Galicia, ¿no? y en muchos pueblos de, de toda España, pero bueno, en este, en este caso... ...hablando de la gastronomía gallega... ...fiestas eh, que suelen coincidir... ...sobre todo con la época estival... ...pues la fiesta del, del pulpo... ...la fiesta del percebe... ...del berberecho... Eh, ...del rasó... Eh, ...bueno, infinito. ...desde luego no van a pasar hambre... ...los que se animen a, a visitar esta zona... ...y es sin duda otra de las eh, maravillas... ¿no? luego hay muchísimo patrimonio también... Eh, ...como decía, aparte de, de, del, del dolme de, de Don Bate, ...pues en Vivianzo tenemos ese magnífico castillo... Eh, que se remonta a época medieval y que presenció la revuelta de los bueno, es, eh Podríamos estar horas y horas hablando de las maravillas, aparte de las muchísimas playas que hay. también Javier, a la, a la del pulpo creo que, que ya no llegamos, pero a la, a la del percede que está a mitad de julio... ¿eh? <ríe> hay que poner bueno, una vela o algo, porque yo creo o sea, yo creo que algo un poquito, no a ver si nos dan la opción... No estaría mal, no estaría mal. Yo, mira, el, el último viaje que hice antes de que pasara todo fue a Galicia, precisamente, y, y el primero que me gustaría hacer sería también a Galicia, y, y la Costa de la Morte, desde luego, es uno de los mejores sitios. Hay que homenajear el trabajo de la gente. Eh, tú, en tu caso eres eh, fotógrafo y periodista de viajes, haces las dos cosas. Es importante señalar y recordar que en la página web, en Wanderer.es, está toda la información. Esa es tu página web, la de Javier García Blanco. Que la gente lo busque en Google, donde quiera, Wanderer.es, Javier García Blanco. Porque es importantísimo. Somos lo que somos. Sé todo el mundo es lo que es. Gracias a lo que los periodistas de viajes habéis escrito. Eh, todo es eh, importante lo que hace todo el mundo, pero vosotros habéis hecho un trabajo muy importante. Creo que la gente también tiene que aplaudiros a vosotros porque todos somos... Bueno, dais eh, la piedra... Eh, a seguir de lo que hacemos de eh, todos, de los sitios, de los lugares que tenemos que conocer, los periodistas de viajes que también vais a sufrir y que estáis eh, sufriendo mucho con esta época en donde una de las cosas que se nos dicen que no se puede hacer es o que no se va a poder hacer tanto o que va a tardar más en recuperarse ese mundo de los viajes. Eh. Pues no, vamos a contar eh, cosas y vamos a apoyaros, eh. Eh, uh -huh. que, que no quede por nosotros. Bueno, eh, hay que esperar, contemos que la situación mejore lo antes posible y que sobre todo el turismo, que parece que va a ser uno de los grandes afectados de hecho lo está haciendo ya, pues eh, pueda remontar muy pronto y, y bueno, los profesionales que nos dedicamos un poco a, a difundir, a divulgar eh, destinos y abrir al resto de la gente los ojos a, a algunos lugares haciendo sugerencias como esta pues eh, que podamos disfrutar todos pronto y mientras tanto pues ...intentar leer lo que ya está... Eh, disfrutar con las fotos que ya hemos podido hacer y, y confiar en que en que pronto podremos a, a disfrutar de ellos otra por vez. Supuesto, nos, por nos supuesto, apuntamos sí. tu sugerencia como posible destino y también animamos mucho a los mariscadores ¿eh? que se estaban quejando de que les dejaban <risas> sí. si, si nosotros guardamos separación decía nosotros guardamos separación entre unos y otros si podemos hacerlo pero claro tiene que haber esa pequeña demanda no para para que haya ese consumo así que sí. a ver a ver si poquito a poco lo, lo conseguimos entre todos En Punto es, Wanderer, punto es. Ahí está toda la información, las fotografías hay los textos de nuestro invitado de Javier García Blanco. Javier, mil gracias. Un beso. Uh, un beso, gracias a vosotros. A mí costa que me colma, que respeto. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El callejón del escribano. El séptimo arte el cine, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy el mundo del cine siempre ha predicho un poquito el futuro. Lo que está pasando ah. ahora, bueno, pues no lo ha contado ya también, bueno, el tema del sí, virus, sí. de los infectados, sí, sí. muchísimo, muchísimo, pero los enferrados siempre han dado, eh, pues, mucha... Eh, Bueno, han generado grandes películas, ¿eh? De toda la vida, de toda la historia del cine, claro que sí. Es verdad que el cine predice... Bueno, el cine cuenta lo que ha pasado, claro. pero también predice muchas veces lo que va a pasar, ¿no? Y sí, sí, hay muchísimas películas de virus, de contaminación y muchas películas en las que los protagonistas están, como en estas que vamos a comentar ahora, encerrados. Vamos a comentar algunas películas, vamos a comentar algunos clásicos. Por ejemplo, este, de encerrados, ¿eh? es... El ángel exterminador. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia con su estupenda creación de la Nodia virgen de la mermuda. La verdad, José Manuel, es que... Eh, no se eh, traslada al mundo sí. de bueno del cine de siempre este sonido eh, tanto que lo cooperamos eh, contigo y esta película es un clásico de siempre el ángel exterminador ya lo creo que sí es una película del año 62 de nuestro gran Luis Buñuel sí. película que hizo en, en México eh, producida por Guillermo Alatriste el mismo productor de Guillán eh, Alatriste y Buñuel tienen una gran amistad eh, aprovechaba Alatriste también para poner a Silvia Pinal que era su mujer de protagonista de las películas de Muñoz lo cual es bastante legítimo como es natural, bueno, Silvia Pinal Tito Junco, Enrique Rambal eran los protagonistas de esta historia surrealista de esta historia terrible este, este ruido que escuchamos de fondo es el, el ruido de esta casa caótica Bueno, eh, al principio no, al principio son unos eh, una familia eh, noble, distinguida, la familia nobile, que se llaman, ¿no? Tienen sus huéspedes, sus amigos, han celebrado una fiesta, están cenando. La, la servidumbre, cosa rara, tiene como una especie de pálpito y todos se quieren ir, se marchan, se quedan solos los los dueños y los invitados empiezan a pasar cosas raras pasa un oso, pasan ovejas hay gente que muere, hay eh, personas que caen bueno, pero lo peor de todo es que cuando eh, las personas que están en la casa asustados ya deciden salir corriendo resulta que no pueden la puerta está abierta Ven lo que hay fuera, pero no, no se puede salir. No se puede salir, bueno, pues como, como el, la cita de la Biblia, ¿no? Donde va a venir el ángel exterminador y va a acabar con todos en el final del mundo. Pues el final del mundo debe ser entonces, porque ninguna de estas personas es capaz de salir de, de la casa. Hasta que, en un momento determinado, cuando se les ocurre volver a recuperar el momento inicial, cuando están sentados a la mesa, pues parece que algo sucede y se pueden escapar. La peor idea que tienen es irse a la iglesia, Porque una vez metidos en la iglesia de la iglesia tampoco pueden salir. Bueno esto es Luis Buñuel, no hace falta decir más ¿no? una, una cumbre del surrealismo y una cumbre del cine español, aunque se haya hecho en méxico ¿no? como, como quizás estos mismos burgueses Eh, pudieran ser los que recuperaran a Buñuel diez años después en el discreto encanto de la burguesía que, recordemos, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Nuestro director Luis Buñuel, claro que en este caso con una película francesa porque no pudo hacerla en España porque la censura franquista se lo impidió, pues ganó el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Pero la que recordamos ahora en cuestión del encierro es este ángel exterminador donde todos estos invitados a la gran fiesta están confinados en su casa o en la iglesia sin poder salir Fuera les espera el ángel vengativo con la espada dispuesta para cortar cabezas. Terrible. ¿Qué películas tan impresionantes estaría pensando en este mismo momento una persona como Buñuel? Sí, ya lo creo que ¿Madre? Sí. Bueno, ya, lo ya creo que, que, que se que estarán sea. pensando, ¿eh? Sí, sí hombre, Mucha nada, gente estará creando eh, para el futuro, se van a generar muchísimas películas sobre esto que estamos eh, viviendo, malviviendo, pero bueno, eh, habrá también mucho arte de esto. No hay más remedio. Es evidente que una circunstancia social, mundial, global, como esta que estamos eh, padeciendo en este momento, va a dar lugar, desde luego, a muchísima literatura y, por supuesto, a muchísimo cine. Si es que alguna vez el cine consigue recuperarse de la terrible pandemia, que la verdad es que yo tengo mis miedos ya. ¿eh? Bueno, vamos ahí, vamos a intentarlo eh, se ha tomado un paréntesis pero un paréntesis para crear vamos, sí. vamos a pensar de eso oye, ¿quién nos acuerda de este clásico? porque es un clásico, es un título de una película que todo el mundo tiene en mente y que todo el mundo cuando la escuche la ha oído alguna vez La noche de los muertos vivientes Night Of the living, the dead Who live on living flesh The dead whose haunted souls Hunt the living Living, food for these. para películas conocidas estas sí sí. sí sí estoy viendo el tráiler en, en la memoria desde luego bueno la noche de los muertos vivientes un poquito después de la anterior del año 68 la película de george a romero su primera película y quizá la primera película Eh, que consagró el, lo que ahora llamamos el apocalipsis zombie como un nuevo género dentro del cine. Eh, realmente no habíamos visto estas imágenes nunca hasta este momento en este tenebroso y espantoso blanco y negro, más negro que nada por, por la noche. ¿no? Bueno, la película empieza en un cementerio, cuando una joven que ha ido allí pues a, a ver las tumbas de sus seres queridos y tal, pues es atacada por lo que parece ser un muerto viviente, alguien que sale de la tumba y se la quiere comer, literalmente sale corriendo, se refugia en una casa donde también hay otra persona, este hombre Ben, el personaje que hacía eh, Duan Jones, eh, junto con Judith Odía, los, los protagonistas Y en esta casa y en la granja en los que están aislados van a sufrir el ataque de todos los zombies, que no se sabe por qué. Quizá, pues por, dicen, una radiación de un eh, satélite que ha pasado cerca de la Tierra, de un aerolito y tal. Bueno, pues eh, o, o, un satélite... Eh, bueno, algo pasa que, su que sucede que los muertos salen de las tumbas y se quieren comer a los vivos. Yo siempre me pregunto en estas catástrofes por qué los zombies no se comen entre ellos, que lo tienen más cerca. Pero sí, debe ser sí. que les apetece, sobre todo, la carne viva, la carne... De las personas vivas. Bueno, pues de ese cementerio a la, a la habitación, la casa, yo me acuerdo perfectamente cómo clavan maderas en las ventanas, en la puerta, están sitiados por los zombies en una situación angustiosa, todas las personas que se encuentran allí metidas. Yo creo que es desde luego el, el inicio de un género que este sí, que está dando de sí y va a dar hace ya pues eh, 60 años de esta película, ¿verdad? pero va a dar muchísimo juego todavía las películas de zombies son un género inacabable como también es una película importantísima en la historia del cine esta que comentamos ahora a continuación Vivarium hay muchas casas que parecen ideales pero estas casas realmente lo son no es exactamente lo que estamos buscando Espera, no, no, creo que no es por aquí. Sí, es por donde hemos venido. No, ¿seguro? Con Vivarium ya nos metemos a un tiempo un poquito más reciente. Efectivamente, aprovecho esta película es de este mismo año. Aprovecho para recordar que las salas están cerradas, pero tenemos cine en casa. Hay cantidad de, de plataformas y de, y de medios. Está, está pues en alguna como el, creo que está en Movistar, y está también en aquella plataforma que anunciamos el otro día, sala virtual de cine.com. La podemos ver en nuestra casa ahora mismo, es un estreno reciente. La de, la película la segunda película de Lorcan Finegan, el director irlandés, con Jesse Eisenberg, con Imogen Pucci y con Jonathan Harris, es la historia de una pareja, esto es que acabamos de escuchar, Gemma y Tom, que deciden... Pues ir a ver una casa, quizá con intención de comprarla, ver una inmobiliaria, entrar allí. El, el, el hombre que está atendiendo eh, la oficina es un ser verdaderamente extraño, pero los convence para ir a ver la, la, la casa. Llegan a una especie de, de urbanización, un poquito fuera de la ciudad, una urbanización en la que todas las casas son extrañamente iguales. Eh, les enseña la casa, ellos se quedan, bueno, pues un poquito eh, eh. extrañados de ver esa urbanización con todas las casas iguales, deciden que no, que se van ahí. Y cuando se van a ir, pues resulta que no pueden salir de la urbanización. Cogen el coche, van por las calles, giran aquí, giran allí, vuelven otra vez, la casa número 9 que es la casa que este hombre les ha asignado, está siempre delante de ellos y de esta urbanización, de este vivarium, que es lo que es en realidad, pues no pueden salir de ninguna de las maneras. Una película en la que sucede absolutamente de todo y que está abierta a todas las interpretaciones. Es una película de extraterrestres, Es una película surrealista, es todo un sueño de la protagonista, está aquí eh, la, las, eh, los números mágicos de la Biblia, en fin, bueno, una película, como digo, realmente interesante. No sé si todavía es una película para la historia del cine, pero desde luego puede serlo. Y lamento mucho, además, que no se haya podido ver en su estreno eh, normal en todas las salas, porque estoy seguro que quedaría muchísimo juego. A ver si hay suerte y de aquí a unos poquitos meses la podemos ver en pantalla grande, con todo el sonido, y que todos nuestros amigos, además, sean capaces de dar su propia interpretación de qué es lo que sucede en este extraño Vivarium. Vivarium es un ejemplo de algo que está ocurriendo y que lo hemos citado ya en alguna ocasión, y a propósito de esto que dices... Eh... La, eh, lo que está ocurriendo, confinamiento en la pandemia, claro, claro. Eh, también está haciendo que la gente vea cine de otra forma. Es el momento, bueno, no se lo esperaba indiscutiblemente, pero la gente claro. está viendo cine por plataformas. Igual no está viendo cine en la gran pantalla, pero sí está viendo cine, Claro que sí, cine y series y de todo, y yo creo que este esfuerzo que hacen pues algunas distribuidoras, estas plataformas, muchas de estas iniciativas son además eh, gratis, se pueden ver películas, me parece que esta de Vivarium pues está disponible por cuatro y pico, cuatro euros y pico algo así, y otras son gratis, de manera que ahora mismo sí que el que no ve cine es porque no quiere, yo creo que queremos todos, pero desde luego lo que sí queremos también es ir eh, dentro de poquito a las salas a ver el cine en la pantalla grandota. Y lo que queremos eh, ver, oír Es eh, lo que nos comentas Sobre esta otra película Sobre la habitación Camioneta Desenrollarse Saltar Correr Alguien Tengo miedo Lo sé Pero yo estaré en tu cabeza Hablando contigo todo el tiempo Camioneta Desenrollarse Saltar cuando la camioneta frene Correr Alguien ¿Estás bien? Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad. Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia. Gracias. Solamente escuchando el trailer, José Manuel, sí, da miedo. Es el niño saltar, correr. Y terrible, ¿verdad? Recordamos esta peli del año 2015, dirigida por otro irlandés, por Lenny Abrahamson con Brie Larson, con Jacob Tremblay en los papeles protagonistas una historia terrible, a los 19 años Joey la, el, el personaje que hace brill Larson es secuestrada por un eh, mal hombre y la mete en, en, en una especie de cubículo es poco más que una habitación una habitación eh, pequeña pues con un retrete al lado, un pequeño dormitorio, un armario en fin, ahí ahí la deja y ahí vive durante siete años en los siete años ha tenido ya un crío violada por este Eh, malvado, el niño Jack. Joe y Jack viven en este mundo para el niño naturalmente es el único mundo posible. No conoce otra cosa. Su madre se ha dedicado todo el tiempo, los cinco años de vida del niño, pues eh, a, a educarlo, a, a, a tenerle de la mejor manera posible. No tienen ni siquiera posibilidad ni de ver prácticamente el, el, el, nada de la, la luz del día. Hay solamente un ventanuco ahí arriba. En fin, una situación verdaderamente tremenda. Yo y naturalmente, todo su afán es que por lo menos el crío pueda escapar de esa situación. Si puede escapar y además salvarla a ella, mucho mejor. Pero todo su afán es tratar de engañar Al, al hombre malo este que los tiene secuestrados ahí y que el niño pueda salir se pueda escapar, recordamos porque no es ningún secreto que el niño se escapa, puede salvar a la madre y la película entra en una segunda parte que yo creo que es la que más nos atañe en este momento, ¿Cómo llega la vida después del enclaustramiento, cómo llega la vida después del encierro. Todo lo que pasa en la película es casi, casi, casi una auténtica metáfora de lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos encerrados, vamos a salir, en algún momento parece que más o menos Y los niños dentro de unas horas, casualmente... Sí, ¿no? quiero, es verdad, dentro de una ciudad, sí, sí. con su con su padre o su encargado, ¿verdad? Bueno, pues naturalmente con una vida mucho mejor que la de este chavalín del Jack de la película, pero todos los de la peli y nosotros tendremos después que volver a acostumbrar. ...a vivir fuera del, fuera del encierro, eso va a ser una aventura realmente extraordinaria Bruno. La verdad es que sí, espero que no, no haya miedo a salir, porque eh, es los, lo que puede ocurrir eh, tengo miedo de que la gente tenga miedo y tengo miedo verdad, también verdad. de que tenga una explosión, de que todo verdad, sea medido que todo sea comedido eh, porque hemos sufrido mucho, pero no vamos a sufrir por todo lo contrario ahora ¿no? espero, que no. claro. espero que no que lo hagamos con, con, con valor verdaderamente, claro. pero también con mucho cuidado claro, <ríe> vamos a ver ¿no? que tengamos es... el mismo criterio y honestidad que hemos tenido hasta ahora es pues suficiente sí. con eso, ¿no? Creo que sí, creo que sí, efectivamente. Creo que eh, en todo el mundo realmente, ¿no? con las excepciones eh, que siempre suceden, pero en España, por supuesto, estamos siendo realmente consecuentes. Creo que, eh, bueno, estamos atendiendo a lo que nos mandan, que dicen que tenemos que hacer, y así seguirá siendo. Yo creo que con buen criterio de todos, pues pasaremos este malísimo trago dentro de unos meses, será seguramente un mal recuerdo, dentro de unos pocos años, por supuesto. Y si pasamos el mal trago, podremos incluso... ...ver esta película que estará de actualidad. Todos queremos eh, que acabe José Manuel el confinamiento... ...pero es que una de las películas que se va a estrenar... ...o que se está preparando... ...es el prólogo de los Juegos de Hambre de Hambre. Pues efect efectivamente, así es... Eh. Susan Collins, como sabemos, es la autora de Los Juegos del Hambre. Bueno, pues tiene ya prácticamente eh, lista eh, la, la novela que se va a llamar La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes, que supone el prólogo, lo que hubo antes de los Juegos del Hambre. La novela va a llegar eh, pues ya el... el este próximo mes de mayo a las librerías, las que se puedan abrir, y la película, pues yo me imagino que al año siguiente, el año 22, porque se van a eh, empezar a, a pensar en rodar raya. Eh, bueno, la, la película, eh, los, los, las cuatro partes de la película, recordemos, conocemos muy bien cuál es la historia, pero naturalmente esta novela que es previa va a suceder cuando el El, el, el presidente Snow, el papel que hacía en la película Donald Sutherland, pues es un joven, son unos cuantos años antes de que sucedan aquellos hechos, es un joven, parece ser que una persona... Eh, amable, encantadora y además un héroe, es algo muy diferente del eh, malvado dictador eh, que conocimos pues, eh, 60 años después prácticamente en las novelas. ¿no? Eh, bueno, hay que recordar que en las eh, cuatro partes de la película la protagonista era Jennifer Lawrence, con ella estaba Josh Hutchinson y Liam Hemsworth, naturalmente los protagonistas de esta parte serán otros, Muy distintos. Eh, ¿Cuál es el fundamento? Pues el fundamento es que se acerque a la recaudación de estas películas. Recordemos que entre las cuatro han recaudado cerca de 3.000 millones de dólares. Y hombre, esta va a ser en principio nada más que una, aunque claro, como se les dé bien, es muy fácil pensar que del prólogo van a hacer prólogo 1, prólogo 2, prólogo 3 y prólogo 4. La propia autora, Susan Collins, va a ser la productora ejecutiva junto a Michael Arndt, y Nina Jacobson y Brad Simpson serán los productores para Lionsgate, la productora que también estaba detrás de las cuatro partes de las primeras películas. ¿no? De manera que es un proyecto que está completamente en marcha, no hay todavía eh, reparto, pero me imagino que en cuanto termine esta circunstancia tremenda de la pandemia, pues se pondrán todos los rodajes en marcha, entre ellos esta balada de pájaros, cantores y serpientes, el prólogo de las guerras del hambre. Desde luego que habrá después de esto un antes y un después, eso es indiscutible y también es importante señalar que pasan dos meses... Llevamos en dos meses y, sin embargo, son dos meses para la quiebra, la dificultad. Sí, algunos eh, consigan pasarlo, pero la mayor parte no de los eh, actores. Hay que acordarse de ellos eh, que es pues importante sí, pues sí. Eh, hacerlo porque no todos son grandes estrellas. Hay algunos que, que viven al día, como casi todas las personas, y están sufriendo mucho. Tienes toda la razón, Bruno, tienes toda la razón, el, el gremio de la interpretación siempre padece, eh, bueno, pues de, de paro, de, de, de, de poco trabajo, porque claro, como tú dices, no son los grandes los que tienen trabajo casi casi una vez o dos veces al año con sus películas, además del teatro, no, no, hay infinidad de actores jóvenes y mayores protagonistas y secundarios que sufren las consecuencias, primero de un trabajo tan precario y en este momento de una situación que nos ha dejado en el paro a todos, hay que pensar en ellos, tienes razón porque son las personas que nos alegran la vida Bruno, las personas que nos traen la vida a través de la pantalla, a través del escenario y que nos alegran muchos momentos de nuestra existencia, pensemos en ellos y agradezcámosles su trabajo y ojalá que puedan volver muy pronto a estar ahí en la pantalla y en el escenario Fíjate, escuchado hoy una entrevista que le habían hecho a un actor español conocidísimo, importantísimo que evidentemente, como todos estamparon, no tiene películas, ¿eh? pero reconocía bueno, pues, eh, que Tiene un sustento y un hombre, hablo de José Sacristán eh, pero sí, la verdad sí. es que tenía unas palabras muy buenas porque sabe que su gremio tiene muchas eh, dificultades, que bastan dos meses eh, para que se caiga eh, ¿Sí? se caen todos y se cae también el gremio de los actores es importante y el mundo de la cultura va a sufrir, está sufriendo muchísimo Está sufriendo muchísimo, es verdad, quizá los juegos del hambre es un título que le viene que mi pinta parado, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto tendría que solucionarse de alguna manera y muy pronto, muy pronto, muy pronto, esos rodajes, 100 rodajes nada menos, se han tenido que detener en España, solo en España, volverán a ponerse en marcha y volveremos a tener cine, teatro y nuevas series y nuevas películas en televisión. Y las comentaremos contigo, por supuesto, aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano. José Manuel, mil gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Señales del fin del mundo. Señales en del fin del mundo. Os vamos a contar una cosa. No es una señal del fin del mundo, pero para algunos es el fin, porque se ha demostrado que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque ocurre algo en su núcleo y nada que no sea redondo tiene núcleo, o sea, la Tierra es redonda. Nos va a contar algo más en señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien porque por lo menos eh, se ha confirmado que la tierra es redonda, porque solo redonda, lo redondo sí. puede tener núcleo. En contra del señor este que sí, se sí. tiraba de los cohetes en marcha. De hecho, pobre. pobre hombre, ¿no? Sí. Vamos a reírnos de las desgracias ajenas de este pobre hombre que quiso demostrar sí. lo que lo que no puede ser, claro. Desde, pues sí, la, la Tierra la, redonda, que, en que, efecto. Que ese y, fíjate, tipo de creencias un poco desquiciantes, pues sí. acaban como acaban, ¿no? Ah, bueno, pues sí, en contra de este hombre y otros cuantos también que eh, conocemos, pues la Tierra es esférica eh, y tiene un núcleo interior, un núcleo que espero que a estos o a otros no se les ocurra entrar a investigar sí, porque, sí, porque, porque que falta, te digo que, que se van a chamuscar un poquito sí, porque sí. a esta hasta 6.000 grados centígrados puede, eh, puede haber eh, de temperatura en el interior de la Tierra, en ese eh, gran núcleo que está formado fundamentalmente por, por hierro y, y níquel. ¿no? Y, van a pasar eh, un poco de calor, sí. Un poquito de un calor en ¿no? esos 6.000 grados, evidentemente. Pero las temperaturas están bajando un poco por la falta de seres humanos, pues estos... <risa> <risa> esto se lo van a meter ahí dentro. El caso es que según se va alejando uno, supongamos, uno que se atreva a, a llevar allí un termómetro, según se va alejando del centro de la Tierra, ese, ese gran núcleo de hierro y níquel va enfriándose poco a poco. Eso lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Pero ahora un, un estudio que han publicado en una de estas revistas tan serias, los famosos investigadores, como diría... Nuestra admirada Gloria Serra Los investigadores han descubierto Que más que descubierto han, han concluido Porque han utilizado Como se está utilizando ahora para todos estos sitios Que son por supuesto inaccesibles Incluso para la tecnología Más, más puntera Porque hay todo lo que intentes hacer llegar A la Tierra pues saldría un poco Chamuscado como sí, ya hemos sí. dicho Entonces lo que han hecho son modelos Modelos eh, eh, informáticos, eh, modelos como ya sabemos que se hacen todas estas cosas y lo que han llegado a la conclusión que el núcleo externo, porque hay, hay dos núcleos, eh, sería un núcleo interno eh, sólido y un núcleo externo que cubriría a este más central, por así decirlo, que sería líquido. Y entonces lo que han detectado con estos eh, modelos informáticos y algoritmos es que el núcleo este externo puede tener, puede tener o podría tener una eh, fuga de hierro, que es de lo que fundamentalmente, junto con el dique, están formados esto, este núcleo. Y eh, este, esta fuga se forma eh, por unas columnas, eh, o, o digamos que sale a, o intenta salir al exterior, por unas columnas que llaman plumas del manto porque son como unas columnas de material que son procedentes de estas profundidades y que en, en, en, en el manto de la tierra, digamos en, en la parte eh, más externa, lo que producen son una serie de puntos calientes y regiones donde la actividad volcánica es más activa. Estas plumas Eh, del manto, estas columnas por donde escapa el, el hierro, lo que hace es que eh, inyecta eh, en, en las capas superiores una serie de isótopos pesados en el manto. Y por eso sabemos que ahí hay una... Eh, eh, se está produciendo una fuga del hierro de nuclear. ¿no? En, en el intercambio de ¿Dónde se, se produce este intercambio? ¿Dónde llega esta, esta um, fuga de hierro? Pues a unos 2.900 kilómetros de profundidad que no son pocos, ¿no? Pero eh, eh, en esta zona, este núcleo externo, está a una temperatura eh, un poquito menos caliente, concretamente a unos cuantos miles de grados eh, menos caliente, ¿no? Pero aún así todavía tiene esa actividad tan tan tan, tan, eh, eh, tan activa eh, y, y produce tantísimo calor, aunque muchísimo menos de los 6.000 grados centígrados que hay en, en el centro. Las capas más profundas del manto lo que estaría es enriquecidas de, ese, eh, de esos isótopos eh, del hierro que son especialmente eh, moleque, molecularmente más pesados que el propio hierro. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Esto les vale a estos señores investigadores, a estos científicos, para comprender qué, qué, qué fenómenos físicos y químicos eh, se producen en ese punto en el que el núcleo se junta con el manto. Y entonces, eh, eh, gracias a esta presencia de esos isótopos de hierro, están intentando tirar del hilo un poco para saber qué es lo que se produce justo en ese punto de, de, de unión o de fricción entre, entre el, el núcleo líquido, el núcleo externo líquido, y ya el manto. ¿no? ¿Y Pero si eso, sabe algo de lo que puede pasar? Eso es. O ¿De lo que, que está pasando? Sí, que bueno, no, no, de momento lo que han, lo que han visto es que eh, este detalle va a ser en el futuro relevante e importante para estudiar varios procesos, como por ejemplo, eh, la transferencia de calor y materia que hay desde el interior. Esto serviría para producir de forma natural <coughs> lo que ya sabemos, la energía geotérmica que tiene que hay en la Tierra, que es una, una forma eh, también de recurrir a la Tierra para obtener una energía limpia, igual que la energía eólica y, y demás. Y además, <coughs> perdón serviría para determinar las imágenes eh, con, con más nitidez eh, cómo, cómo se producen eh, o cómo nacen, por así decirlo vamos a decirlo más gráficamente, cómo nacen en esa zona eh, entre el manto y el núcleo cómo nacen los fenómenos sísmicos que es justo ahí donde parece que nacen esos fenómenos sísmicos que luego se propagan hasta el exterior del de, de manto y de la corteza terrestre, ¿no? Evidentemente, eh, ellos han visto que hay en determinadas zonas de la Tierra, eh, del manto, de en las rocas del manto, que hay una serie de isótopos, fíjate, más pesados de hierro que los que existen en los meteoritos que llegan a la Tierra, que están formados por materiales eh, eh, de, de los comienzos, son materiales eh, primordiales eh, del comienzo del sistema solar. Pero pues esto es... es una cosa novedosa, es algo que nunca se haya producido o es que lo están estudiando ahora por primera vez. No, no, no, lo, ahora lo han publicado en Nature Geoscience, a ver si lo digo Geoscience, y lo han publicado porque ahora es cuando han constatado que estos isótopos que hay en, en estas eh, rocas de, del manto, ahí si sí es accesible, poder acceder y con estos modelos eh, matemáticos e informáticos eh, eh, se han visto que el, eh, los isótopos son más pesados molecularmente que los isótopos que, que vienen los meteoritos que se estrellan en la Tierra que son provenientes, digamos, de, del origen del Sistema Solar, ¿no? Bueno, y pero si todo en, esto... el en el fondo es que ese origen del Sistema Solar eh, también es el núcleo de lo que Fuera lo que fuera, pero estaba en el centro también, ¿no? Sí, claro, exactamente. Claro. Es un, una parte más de, de, de... se le puede correlacionar con otros fenómenos, como tú dices, que están ocurriendo en, en, en el espacio y que, evidentemente, digamos que hay un origen común puede, claro. o podría haber un origen eh, común. Lo que todo esto les ha hecho razonar a los científicos es que eh, el núcleo ha estado perdiendo hierro durante miles de millones de años para llegar... Eh, esto no es un viaje que se hace eh, en poco tiempo desde el núcleo la, la a estas rocas anemia, del claro, La Tierra tiene anemia, tiene anemia exactamente, tiene pérdida de anemia. Lo has dicho muy bien, lo has descrito perfectamente. La Tierra tiene anemia, correctamente, ¿no? Y, y eh, los materiales estos de isótopos pues, que han aparecido en estas rocas, así lo, así lo atestiguan, ¿no? Eh, se ha observado, además, que en la lava de ciertos puntos calientes, eh, en, en efecto, esta lava está... Enriquezada con estos, con estos isótopos, concretamente en los puntos calientes de estas columnas, de estos plumas de manto que hemos hablado antes, que están ubicados en la zona de Samoa y Hawái. Señales del fin del mundo. El núcleo de la Tierra pierde hierro. Ay, Javier Sevillano, muchas gracias. Estamos fatales, eh? venga, hasta Estamos mañana. <risa> Pues eso, la rosa de los vientos vuelve mañana a las doce y media de la noche. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero rápido Nosotros de hierro divinos, ¿eh? Creo. Mañana lo demostramos también. Y <ríe> Hasta de Mercurio. mañana